Esto es Nueva York, ¿vale? Aquí no hay ni bien ni mal. Hay diversión o aburrimiento. Cero Cool. Cero Cool destruyó por sí solo 1570 sistemas en un solo día. Impresionante. Así e Bern. no mandes a un niño a hacer el trabajo de una mujer. Serial Killer. Tú no estás en mi lista. Pero esta no es la clase de carpintería. ¡Ja, ja, ja! Tenemos una visión, ¿vale? Tenemos que hacer despertar a la generación Nintendo. ¡Revienta el planeta! ¡Revienta, ¡Revienta el planeta! planeta! ¿Hasta qué punto son peligrosos los hackers? Los hackers penetran en cualquier sistema y lo destruyen. Esos tipos son terroristas. ¿Qué? Según nuestro registro, está muerto. ¿Estoy qué? é b o o m Era para aliviar la tensión. Tenía que hacerlo, ¿vale? Alguien ha implantado un virus en el sistema. Es la tapadera perfecta. Es una trampa. Cuando descubran la verdad, ya habremos desaparecido. ¡Quietos! Se acabó el juego. No podrás vencerme. Puede que yo no. Pero todos nosotros sí. Escape,、sí. sí. estación central. ¡En marcha! Enano, muere. ¡Oh, vaya! ¡Estamos fritos! s f u i d e l e Diosan! n p e Hay un conejo en el sistema. Ponle una vacuna. Conejo vacuna, que alguien me lo explique. ¡Ah! Hackers. Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bienvenidos un mes más, bienvenidos al MS2 Club Podcast, a este episodio de agosto, este episodio refrescante, este episodio, no nos vamos a engañar, en el que ya estamos cansados de, de yo qué sé, de nuestras actividades. Diarias, ¿no? De, de estar en casa confinados, o de ir al trabajo, o de trabajar desde casa. Bueno, estamos ya hasta las narices y lo que queremos es descansar y os traemos, pues, un programita que espero que os haga, pues eso, descansar bastante de, de vuestros quehaceres diarios. En fin, no estoy yo solo aquí, conmigo está mi amigo Antonio Lozano. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Javi, ¿qué tal? Pues aquí di disfrutando del veranito, como b i e n h a s dicho, ¿no? El mes de agosto, ese mes en el que nos venían los especiales de las revistas que más nos molaban. Eh, siempre con esas portadas refrescantes y nos decían es para que leáis en la playa. Yo jamás en la vida me llevé una revista a la playa, se me fuera, se me fuera a mojar, se me fuera a llenar de arena, se me fuera a fastidiar. Pero, pero en fin, sí, es el mes que nos gusta. Esos viajes ¿no? que te decía tu padre o tu madre,、bueno, q u el e ordenador que no cabía, que no te podía ir al pueblo con el ordenador, que era imposible, y el ordenador pues, se quedaba normalmente en casa. ¿no? En fin, lo normal. <risa> lo normal, sí. Pues bueno, nada, tenemos un, un menú, ¿vale? Muy, muy refrescante, ya os digo yo, bastante pasado por agua, ¿no? Y empezaríamos con el sumario de este número, el número de agosto, volumen 5. Autoexec.bat En nuestro autoexec.bat tenemos el siguiente menú. En la sección de juegos tendremos Indiana Jones and the fate of Atlantis, una aventura colosal, con Juan Boluda, que es otro podcaster también colosal.、Eh, él no es un podcaster aficionado al retro, pero es un podcaster aficionado al marketing y ya veréis que, que, que tiene cuerda para rato. Luego tenemos pues puntuaciones que nuestra querida m i c r o m a n í a ponía aventuras gráficas que a veces podríamos estar de acuerdo o no, ahora lo veremos,、y、esto nos lo trae Antonio. Luego os preguntamos cuáles eran vuestros juegos favoritos del verano y nosotros bueno, vamos a leer ¿no? lo que nos habéis contestado. Y tendremos un saludo muy especial desde una mazmorra muy fresquita. Ya veréis ya veréis quién nos saluda por a h Después tendremos el servicio técnico donde nuestro amigo Antonio nos trae un programa、pues、para trastear ¿no? con equipos antiguos el p c m y resolveremos un par de consultas que nos han llegado. En la sección de hardware, pues veremos qué eran esto s de los ordenadores clónicos o los IBM PC compatibles, todas estas cosas extrañas n o que nosotros no teníamos ni idea de lo que eran en aquel entonces, ¿vale? Y esto nos lo explica nuestro amigo vampirro, Pedro Javier Mora. Y por último, tenemos la sección redmi.txt, muy escueta porque solo ha habido un comentario, pero bueno, oye, ese comentario pues lo vamos a leer, ¿no? Además,、eh, siempre hace mucha ilusión n o que, que lleguen estos comentarios. En fin, empezamos. Bueno, Antonio, yo sé que tú tenías muchísimas ganas de, de estar en, en esta conversación ¿no? que tendremos a, a continuación con Joan Boluda de Indiana Jones and Defeat of Atlantis, por varios motivos, pero dos de ellos son que Indiana Jones and Defeat of Atlantis. Te encanta y además、eh, te, te gusta mucho escuchar los podcasts de, de Joan Boluda, es así, ¿no?、Ah, efectivamente, no lo, no lo conocía, me lo recomendaste tú. Sabes que no es mi no es mi rollo, el tema de, del marketing, el tema del CEO, todas estas historietas en las que a ti te ha dado por meterte ahora. Sin embargo, tuve la suerte de escuchar a Joan Boluda en una entrevista que le hacían en, en otro podcast que tú me, me recomendaste. Me dijiste, Escucha este tío, verás que, verás que gozada. Este se enrolla más que tú, fueron tus palabras. Efectivamente,、eh, Eh, Joan se enrolla más que yo, pero con bastante más, más interés y más, <ríe> y más fundamento, ¿no? La verdad es que es un gustazo escucharlo y me hubiera encantado estar. Me encanta el juego, me hubiera encantado saludarle, pero bueno, como decimos tantas veces, la vida, la vida manda. No me puedo quejar. Al fin y al cabo, he tenido suerte de, de poder hablar de este Indiana Jones and the Fate of Atlantis en otros podcasts y no en una ocasión, ni, ni en dos, ni en tres. O sea, <ríe> digamos que esta es una de las de estas vacas sagradas, ¿no? Que sale, es,、mmm, Recurrentemente en todos los p o d c a s t que se dedican a esto del retro. No, la verdad es que es una aventura que es una maravilla. Yo te voy a hacer una confesión, n ¿eh? O sea, solo a he jugado dos veces、eh, en el 90 y poco y, y ahora y, y sigue siendo una, una maravilla. La recuerdo, la recordaba、mmm, la mayoría, pero lo que no recordaba、eh, me ha sorprendido gratamente volver a, a jugarlo. La verdad es que está muy bien. Eh, es、bueno. increíble, yo creo que es una, de la, es una de las mejores, aunque bueno, es posible que las revistas de la época no estuvieran de acuerdo, o sí. Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Después de la conversación con John. Perfecto, pues venga, adelante, i n d i a n a Jones, Andefectos Atlantis con Joan Boluda. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Joan Boluda, que、eh, a lo mejor no es que sea este su. O sea, no es que sea un,、eh, una persona que se dedica mucho a lo que s los juegos que hoy en día se llaman retro, ¿no? los juegos antiguos. Pero Joan Boluda es un gran comunicador. ¿vale? De hecho, yo creo que es la persona que conozco que más podcasts publicados tiene, uno diario,、eh, dedicados al mundo de, del marketing y la formación、eh, de este estilo online. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?、Uh -huh. Hola, ¿qué tal, Chavi? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este podcast. Para mí, off topic, de lo que hago habitualmente, pero que me apetece muchísimo. Porque, e s c u c h a esto de salir. Del mundillo del marketing online, de vez en cuando, para mostrar el lado más friki, me encanta. Y si además es retrofriki, e n t o n c e s ya estoy en, vamos, en un oasis. A ver, yo estoy acostumbrado a escucharte、eh, hablando de marketing y todo esto, y de vez en cuando <risa> sueltas alguna perlita, como. Imagínate, sí, imagínate que montas una academia, pues yo qué sé, para、eh, enseñar idiomas.、Eh, Klingon. <risa> y, y, y se te queda el cuerpo un poco torcido. Y dices, ¿acaba de decir Klingon? Sí, sí, lo ha dicho, lo, lo pones a poner. Y lo ha dicho. Y luego también、eh, sueltas muchas、eh, perlitas, ¿no? eh, cositas de las aventuras de Lucas Arts y tal. Entonces,、uh -huh. eh, antes de meternos en manteca,、eh, tú eres una persona de, de edad, eres un jovencito, pero comparado con, o sea, comparado con un gamer actual, eres una persona con, con una trayectoria. Cierto. Y、uh -huh. explícanos cuál fue tu primer contacto con el MS2. Pues mira, fue en el 92, me acuerdo, porque era el año olímpico. Y bueno, yo soy del 79. Para lo que se esté preguntando cuántos, cuántos años tiene este abuelete, yo tengo 40 años、oh, ahora.、Cabecito. Y claro, yo pillé、eh, directamente, sí, yo me conservo muy bien porque soy vegano, ¿no? pero、eh, tengo mi edad. Y el caso es que fue en el 92 cuando tuve mi primer ordenador. Mi primer 386, yo estaba ahí súper contento, tú dirás, ¿no? Lo instalé todo yo. Además, por aquel entonces, cuando te comprabas el ordenador, pues tenías que instalar los drivers y todo, ¿no? s O sea, cuando lo ensamblabas todo, que iba todo ahí, el teclado, no sé qué, no sé cuántos,、eh, incluso la tarjeta gráfica que te venía por. O sea, la configuración inicial no se veía con todos los colores, tenías que instalar unos drivers, luego otros drivers para el DVD, bueno, para el CD, por aquel entonces.、Eh, era una locura, ¿no? Pero bueno, luego de. De tenerlo todo,、uh, descubrí el fantástico mundo de MS2.、Uh, tuve mi primer juego que fue Indiana Jones and the Fate of、es、Atlantis, que, que es el que, que comentaremos y por qué lo he elegido y tal. Y、grande. fue mi primera aproximación, hombre. Ya ves, entré por la puerta grande, e ¿no? Y fue mi primera aproximación a una barra de comandos. Porque, claro, a, hasta que llegó Windows, yo estuve mucho tiempo pues, escribiendo sé, pues, mis propios autoexe. Me acuerdo que me hacía mis propios menús, editaba mis propios archivos a través de,、uh, nada, de la línea de comandos. Es que no había,、mm, o sea, no había clic para hacer en ningún sitio. Luego MS2, recuerdo que creó MS2 Shell, que era una especie de entorno gráfico. Muy cutrillo, muy cutrillo, que de hecho era como jugar un poco con lo que podía hacer la pantalla, que sí, que entonces con el mouse podías moverlo por ahí y tal. Pero no, no. Al principio tenías que abrir los, los documentos, digo, los programas, escribiendo el nombre del programa, la línea de comando,、no、s sé,、eh, Word.exe o lo que fuera, ¿no? Y ese fue, ya os digo, mi, mi, esa fue mi primera experiencia. Y luego poco a poco, pues ya llegó un modem que se tuvo que instalar dentro del ordenador. Bueno, historias.、Eh, esos ruidosos modems, ¿no? Que hacían cuando se. Me recordaba cuando se conectaban a cuando jugaba con mi Spectrum, que había jugado con un Spectrum, que para e Cargar un, un juego, tenías que escribir LOAD, comillas, comillas, intro, entonces hacer play en el cassette y empezaba a hacer un ruido. Y... Bueno, pues algo parecido hacía el, el modem cuando se conectaba. Recuerdo incluso que en función del ruido yo ya veía si se conectaba bien o mal. Y en función de lo que veía y abortaba misión, decía: Espera, espera, vamos a volver a empezar. Cerraba el modem, lo volví a abrir a y esperaba que fuera e s e señal de comunicación como que llegaba mejor. ¿no? Y esa fue mi, mi principal conexión con MS2. Pero muy interesante, la verdad, porque tuvimos la suerte de aprender lo que hay detrás de un entorno gráfico. Como puede ser Windows, ¿no? Y de un mouse, sino que, hey, en realidad todo s esto son s archivos, dir,、eh, hacía mi dir, cd.punto, punto, cd no sé qué, entrabas en directorios, veías cómo estaban los archivos, aprendías a renombrar,、uh, pues, por ejemplo, archivos, aprendías a poner etiquetas, el comando label para los disquetes, que había disquetes de 5 y cuarto, de 3 y medio y todo esto, ¿no? Y luego, cuando llegó el entorno gráfico,、uh, entiendes que es una. Capa que se coloca por encima, pero que por debajo va corriendo siempre un entorno que es una línea de comandos. que De hecho, hoy, yo utilizo, hoy en día utilizo Mac y, y tengo un terminal. ¿no? y Ahí en el terminal se pueden hacer cosas. En MS2 y en Windows también se podía hacer. ¿no? Con lo que, en parte, tenemos suerte de entender un poco mejor cómo va todo debajo del capó. De una interfaz como puede ser Windows o Mac. Sí, sí, no. De hecho, Mac, de hecho、pues. si te pones a utilizar Linux、eh, por comandos, realmente、eh, es, es bastante parecido. Cambian los nombres de los comandos, pero realmente、claro. es, es muy, muy parecido. Y mucho más rápido, claro. Vas? <ríe> a nivel de memoria no gastas nada. Lo que pasa es que, claro, es más duro porque te、a、tienes、acordar. que saber los comandos,、mm. los códigos y tal, ¿no? Pero, hey. No habíamos descomprimido con ARJ archivos, madre mía, que sabíamos ya todos los comandos y los extras que se tenía que poner para descomprimir con ARJ、uh, tres discos seguidos, que era el mismo archivo, pero que estaba repartido. Entonces, poner un disquete y el otro disquete. Ahora, claro, le das al botón secundario del、sí. mouse, descomprimir y ya lo tienes, ¿no? Pero habíamos aprendido mucho. Bueno, y ahora es más es, fácil aprender a sí, programar sí, y otras cosas. Es que realmente tenías que comprimir disquetes porque no teníamos los recursos de hoy en día. Los discos duros eran más limitados. <risa> un mega y medio. 1,4. <risa> madre mía. Bueno, vamos a meternos un poquito en manteca. Vale, el juego. <coughs> Año 1992. LucasArts Games <risa> nos traía la cuarta aventura del arqueólogo más molón que ha existido nunca. Indiana Jones、wow. and the Fate of Atlantis. Y aquí vamos a dar unos poquitos datos. Un juego diseñado por el guionista Hal Barhut y por el diseñador y programador Noah Falstein. Creado durante dos años enteros en el rancho Skywalker con un equipo de programadores y artistas de LucasArts. Un juego que casi casi parecía una película y que nos dejó muy buen sabor de boca en los 90. Puede que quizá más que la cuarta entrega de Indiana Jones en el cine. ¿Qué te parece? 100% ratifico todo, todo. O sea, fue un juego que, ojo, yo había medio jugado a otros. En casa de mi primo habíamos jugado al Larry, un Larry que tenías que escribir los comandos.、Sí. Había también toqueteado la primera versión de、um, Maniac Mansion,、uh, cuando crearon el sistema s c u o m ¿no? De, de ir, elegir, abrir, hacer, ¿no? De, que, que está en Indiana Jones. Uh, pero, como fue el primero que tuve yo, por eso lo he elegido. Y lo que has comentado, que es que desde el primer segundo parece que e s t é s viendo una película, lo, lo lograron transmitir, pero vamos, al 100%. Yo recuerdo. Ese momento de créditos iniciales, porque cuando tú empiezas el juego, estás con, llevas a Indiana, no puedes hacer todo lo que se hace normalmente, pero estás en una, en un almacén, ¿de acuerdo? En una especie de,、uh, casa que no sabes qué es exactamente, si es un museo, dónde estás, y medio oscuro todo y tienes que ir. Con el mouse seleccionando cosas, y en función de lo que haces, si es lo que es apropiado, pues Indiana avanza un poco, cae por algún lado, no sé qué. Pero además, todo esto va combinado con los créditos. Y esto es muy de película, porque empiezas y hasta que no avanzas un poco, y le das a tocar botón y cae por un tobogán o lo、sí. que pasa, o cae e l piso de abajo, no sigue los créditos. Y entonces te va contando. Los créditos y te dice un crédito más, y o s e a el director de producción, el de fotografía, no sé qué, y tú vas interactuando. Y a medida que avanzas, ves un poco más de créditos. Y al final pasa esa primera escena, descubres dónde estás, tampoco podemos hacer muchos spoilers, y entonces es cuando ya empieza la acción y el juego como tal. Pero ya te ha introducido totalmente. De hecho, cuando incluso aparece el logo de LucasArts y tal, ya se ve un, con un látigo el, el logo de LucasArts que le da así y tal, como, hey, hemos, hemos incluso modificado el logo para que te metas ya en la historia. Y te metes desde el principio, desde el primer momento, y lo que has dicho tú. Vives una película. Si habíamos visto.、Ah, yo había visto todas las, las de Indiana Jones, hasta la última cruzada. Que por cierto, el juego de la última cruzada jugué después. Aunque es el anterior, jugué después. s ¿vale? Tú fuiste de, de más、y、arriba a más abajo, o ¿eh? También, porque jugar al m a n i a c m a n Mansion... s i o n Sí, porque como era el juego que vino con mi ordenador. Claro, tampoco iba a pedir un juego más antiguo, ya, ya. ¿no? Pero, eh, lo viví. Lo viví. Es que, además, es lo bueno de ser el primer juego y de ser un juego basado en una saga de películas, es que eres i n d i a n a Jones. O sea, eliges lo que quieres que haga, entiendes cómo es el personaje, por e j e m o、no、es un personaje que venga de la nada, como puede ser Loom, ¿no? En el caso de Loom, que dices, bueno, no tiene un background, sino que sabes cómo es él. Ves su despacho. En la, en la universidad donde es profesor, ves su aventura y la estás viviendo y estás eligiendo dentro de un abanico de posibilidades、uh -huh. lo que puedes hacer. Pues que este juego incluso tiene algo muy especial que yo no he visto en ningún otro juego, que es un momento clave. Pues que es un momento que cuando es curioso, porque cuando lo haces, igual hay algún otro juego que lo tiene, ¿eh? pero cuando estás ahí, no le das la importancia que tiene, porque en, en, en, en función de lo que dices en un diálogo con Sofía, cambia todo. Todo el juego.、Y、hay un momento que Sofía te dice,、uh, te da la opción de acompañarte.、Sí. Sofía es la, la coprotagonista en este caso, en este juego. ¿no? Y hay un momento que estás en el despacho y te dice, ¿Quieres que te acompañe? Y hay tres opciones en el diálogo. Pero ojo,、eh, no te avisa ni nada. Simplemente es un diálogo típico con tres frases y es,、uh, sí. Puedes acompañarme, ¿vale? Más o menos, ¿eh? La segunda es. No, creo que yo puedo pensar cómo salir de esta por mi cuenta y quiero hacerlo a mi manera, más o menos, ¿eh? Vienen estas tres. Bueno, pues en función de lo que dices ahí, cambia todo el juego. O sea, cambia, no todo el juego en el sentido que al final, más o menos, va a ser parecido, pero que todo lo que debes hacer. Es distinto porque si vas con Sofía, la tienes a ella todo el rato y puedes cambiar de personaje, puedes pasar a ser Sofía. Hay un momento que tienes que seducir a un señor que te tiene que dar un artilugio antiguo, hay un momento que tienes que, no sé, pues cambiar y usarla a ella para que te pase cosas a ti y tal, estilo Manic Mansion. Pero si no va contigo, entonces en función de las otras dos frases, o bien. Vas a tener que hacer el juego de una forma más, podríamos decir así, como analizando la situación y a través del diálogo y de pistas y tal. O, si has dicho lo de lo voy a hacer a mi manera, vas a tener incluso que、sí. luchar con ciertos personajes a través del teclado y haciendo un, un juego de lucha. Y tienes que luchar, o sea, a base de puñetazos. Que esto no pasa si eliges los otros dos caminos. Y esto. De repente fue para mí como un. Muy mind blowing, ¿no? Fue. Hola. He elegido una cosa. Me di cuenta posterior. Y yo elegí ir con、sí. Sofía. Porque en las pelis de Indiana Jones siempre va con una chica. Y ves que, bueno, luego tiene más o menos protagonismo. Pero puede hacer cosas que estando solo no se puede, ¿no? Yo elegí esa opción. Pero luego leyendo revistas. La, Micro, no, la Hobby consolas, m i c r o m a n i a y todas estas,、uh, descubrí que había dos formas más de pasarse el juego. Y esto fue, para mí, wow, estoy eligiendo mi propia aventura. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues、eh, te voy a explicar una curiosidad:、eh, los dos modos estos de、mm. juego、eh, extras, digamos, porque yo también elegí a Sofía en su día, y、eh, lo he estado、uh -huh. jugando esta semana, al igual que tú y Joan, y he vuelto a elegir a Sofía、uh -huh. porque a mí, para mí, Indiana en San Defito d a t l a n t i s es ir acompañado de, de Sofía directamente. Totalmente, totalmente. Pues, Para mí tendría que haber sido la cuarta entrega. s i n duda. Más que la desgracia que hicieron de la calavera de cristal.、Eh, bueno. En fin. bueno, pues、eh, los dos modos de juego se llaman Witch,、eh, ¿vale? el de pensar, digamos, y Fist, ¿vale? uh -huh. puños, el de, el de acción. Correcto, correcto. Esto más o menos es el 75% del juego, porque el principio es común a los tres modos y el final también.、Uh -huh. Y la friolera de seis meses. Se añadieron al desarrollo por culpa de poner estos. Por culpa no, o sea, gracias a poner wow, estos tres modos de juego. Seis meses más. De un total de dos años, seis meses más. O sea, un 25% más de tiempo solamente por haber. Claro, es que es el 75% del juego, ¿eh? Sí, es muchísimo. Que cuando estuve jugando esta semana,、eh, claro, me di cuenta que, que era casi, casi desde el principio. O sea, cuando empieza, que vas a ver a Sofía, le chafas la función que están montando ahí, descubriéndole el fantasma y tal. Empieza un poco a colaborar y a contribuir, pero luego ya te vas a tu despacho, que hace mucha gracia ver el despacho de Indiana Jones como en las películas, y luego ya te da para elegir, y luego todo el resto cambia. Cambia bastante ¿eh? estando con ella o sin ella, o Fists、uh, mode. Para entender. ¿Lo para e e n n t d has probado los otros modos de juego? O...、Uh -huh. Sí, sí, sí, los probé, porque claro, yo por aquel entonces tenía muy poco. <risa> Tenía muy poco,、uh, muy mucho tiempo libre, muy poco trabajo. Entonces, claro, pues haces de todo, ¿no? Y no me gustaron tanto. El de f i s t el de menos, porque además tenías. Había momentos que tenías que luchar con. Vamos, con personajes que tenían una barra de energía ahí que no te la acababas nunca. Había algunos trucos, luego también, tenemos que decir, ¿eh? Podías buscar y encontrabas algunos trucos para ganarle rápido. Pero no lo disfrutaba tanto. Y el hecho de, Indiana, de ser Indiana Jones, yo creo que tenía que ir con, con la chica siempre en todas las pelis, ¿no?、Uh, ha ocurrido, o ¿no? Y lo hice, pero ya te digo, no me gustaron tanto para nada. Por, por, por suerte, como teníamos la opción de grabar partidas, pues yo ya lo iba apuntando, ¿no? Partida con Sofía, partido,、uh, partida solo, partido no sé qué. Y básicamente para acabar de amortizar el juego, ¿no? Pero ya te digo, a mí me gustó sobre todo la primera, aunque había momentos en, el cual, en los cuales nos encallábamos muchísimo. O sea, antes, ahora, hoy en día, cuando te encalles con un juego, estás unas horas, mira. Acabas diciendo, también ojo, porque yo ahora trabajo y tengo, tengo más responsabilidades, ¿no? Pero no puedo estar tres días encallado en el mismo sitio porque dejaría de jugar. Entonces, ¿qué haces? Pues vas a internet y dices, ¿cómo salgo de aquí, vale? Pero、eh, en el 92 esto no pasaba. O sea, no había YouTube, no había internet que podías preguntar. Como mucho podías preguntar a, a tus compañeros de clase, que era lo máximo. O algún programa de radio llamar para preguntar o esperar y cruzar los dedos que la próxima micro, con, micromanía o hobby consolas tuviera un walkthrough de estos comentándote paso a paso qué hacer. Pero si no, o sea, yo recuerdo un momento cuando estás en unas excavaciones、um, que tienes que avanzar ahí, que hay un punto en el cual tienes que usar. Una, un cacho de madera que tienes para rascar una pared y ahí descubres las, los círculos lunares y solares y tal, y a partir de ahí puedes seguir avanzando. Pero claro, es una excavación bastante grande: hay la parte de fuera, hay la parte de dentro, hay un coche ahí que le tienes que quitar las bujías, tienes que hacer mil cosas. Pero hasta que llegué a este punto, o sea, estuve días, días en ese mismo punto, que al final. Acabamos haciendo, porque sí que es cierto que hay algunos juegos que、eh, los elementos destacan un, un poco los elementos que se puede interactuar con ellos. Porque ves todo de un color y algo con un color un poco más brillante <risa> que dices, vale, esto es un elemento que lo puedo. Pero en este caso no, no, no ¿de、bien? acuerdo? Con lo que tuve que hacer la técnica de barrido p i x e l a p i x e l que todos hemos pasado por ahí, para ver si detectaba algo, porque cuando pasabas por encima de algo que se podía interactuar, te aparecía el nombre. Entonces pasabas por ahí. Tornillo. ¡Ah! Calla, esto es un tornillo, ¿no? Pues tuve que estar haciendo en todas las pantallas, pasar barrido de derecha a izquierda, bajar un poco, de izquierda a derecha, bajar un poco, de derecha a izquierda, y mirar todo lo que era interactuable, porque yo sabía que de aquí se podía salir, ¿no? Pero bueno, esto lo he hecho con Indiana Jones, con Loom, con Maniac Mansion, con, con Monkey Island, con todas, ¿no? Ahora esto parece que ya no se aprecia tanto. Entonces, para evitar esto, los nuevos juegos, pues ya. Indican de una forma, pues marcando con un destello o marcando con un color distinto que sobresale del resto, cuáles son los elementos de la, de la pantalla con los que puedes interactuar. Pero este caso concreto me costó muchísimo llegar a encontrarlo y cuando vi que con usar madera, esta, la cuerna de madera, no sé qué, con la pared y cayó y se vio el mural, fue como. Si se hubiera abierto el cielo y un haz de luz me hubiera iluminado, porque dije, ¡Ah, ¡ya puedo continuar! De repente tenía mucho más juego delante mío, ¿no? Y esto ahora ya no se vive. Bueno, es muy curioso lo que, lo que dices, porque también en la época hay que reconocer que las pantallas eran más pequeñas, o sea, 12, 14、uh -huh. pulgadas, y hoy en día no. Hoy en día puedes estar jugando <risa> en la tele, ¿no? De, de 55 pulgadas, si quieres, y sí, se ve、señor. todo un poco mejor. Pero claro, en aquella época había que ir buscando el pixel. Todo qué, todo y qué.、Eh, no es un juego como Future Wars en el que tienes que ir buscando una pizarra con un montón de puntitos. ¿Cuál es el puntito que, que sobresale? ¿No? La chincheta. Pero sí, sí, sí hay, que, hay que ir buscando los, los objetos de la pantalla. Bueno,、eh, has comentado que no te gustaba mucho la lucha, ¿vale? Pero aparte、uh -huh. de, esta, de este minijuego, en la aventura gráfica hay, hay otras, ¿no? Como la del globo y el submarino. ¿Qué, qué te parece? Este, este, esta, Buah, rotura, mira, esta rotura de, de, de aventura gráfica a una especie de minijuegos arcade. Yo, yo lo disfruté, este juego lo disfruté mucho. Creo que es de los mejores. A ver, claro, si alguien ahora jugara diría, ah, pero esto, lo otro, los gráficos. Evidentemente, hablando del momento, yo creo que fue el mejor juego de, de, del mundo de los que he jugado. Bueno, ahora estoy viciado Zelda, evidentemente, Breath of the Wild, pero estamos aquí muy retros. Y estos juegos, estos minijuegos, los disfruté mucho porque también hay un momento en el cual hay un cambio de paradigma, ¿no? Está siempre, pues, ir aquí, ir ahí con el mapa para arriba, para abajo, coger esto, coger lo otro, interactuar entre elementos, ¿no? Y es como una bocanada de aire fresco, ¿no? De repente dices, ostras, esto es un puzzle, ¿no? Para entender. Y no me refiero a un puzzle típico de los que también hay en muchos juegos o cuando tienes los círculos que tienes que entender cómo encajarlos y tal, sino que de repente, como dices tú, Estás en un globo, y ese globo sube para arriba, tienes helio, tienes aire, y tienes que detectar de alguna forma intuitiva, porque no es el a g e n intuición, que soltando lastre, o añadiendo helio, o quitando helio, pues el globo va haciendo una especie de circunferencias, ¿no?、Y Intentas aterrizar donde toca aterrizar, que no es nada fácil, p o r q u e no digas, ya ha llegado ahí. No, porque ya ha llegado ahí no quiere decir quita todo el peso y, o quita todo el lastre o el h e l i o y bajas, sino que bajaba pero haciendo círculos, con lo que tenías que apuntar bien, porque si no acababas en medio del desierto. Entonces llegabas ahí, veías una pantalla con las dunas del desierto y uno ahí que te decía, aquí no hay nada, ¿eh? Y tú, vale, venga, vuelvo para arriba, abajo, hasta que caías en. Ese, en este caso, pues ese, ese yacimiento que estaban arquitectónicos, que estaban haciendo las pruebas, ¿no? Y esto era como un reto, pero no se llega a hacer pesado. Igual con el tema del submarino y el que tienes que hacer el bocata y tal,、uh, lo veo, y, y de soltar agua y poner agua y tal, lo veo como un cambio, pero que es como la sal. Un poquito de sal para alegrar el tema, vale, pero no vas a comer sal a, a cucharazo, ¿no? s Pues esto es lo mismo. En medio de esta aventura, de repente te das cuenta que entras en, un, en una, una tendencia distinta, en un funcionamiento distinto, que es puntual, que una vez superado vuelves a lo que venía a ser el juego con anterioridad, y yo lo recibí muy bien. No sé si fue tu caso, pero fue como,、oh, mira. Un pequeño reto, ¿no? un minijuego dentro de este juego, sin hacerse pesado y sin haber exceso de juegos. Ahí puntualmente los que has mencionado tú y ya está. No, sí, a ver, los recibías como, eso, como, como un, un cambio de, de la mecánica de juego que, que estaba bien. Lo que pasa es que también te digo que, que el del submarino tiene telita, ¿eh? porque hasta que no descubres todos los componentes de mando de, del submarino <risa> y dices, puedo hacer cosas aquí, pero, pero, pero no puedo llegar a, a donde tengo que llegar. Es un poco jodidete. Pero bueno, sí, no, la verdad es que estaba bastante bien. Sí, son esos retos. Antes los juegos eran、uh, bastante más difíciles de lo que pueden ser ahora, porque tenías que tener mucha imaginación, muchísima. <risa> Antes comentábamos el tema que a veces incluso he comentado en mi podcast del de e abrir catalejo, que es del Monkey Island, ¿no? Pero que hay un momento que tienes que abrir un catalejo para usar el, la, el cristal de lupa para encender una pólvora y tal. O sea, hay un momento en el cual. Te das cuenta que、uh, no está preconcebido de una forma que digas, me van a guiar. No es un juego como un Street Fighter o como un Double Dragon que vas avanzando, vas matando y te guía. Sino que es espabilate. Pero no espabilate de, ¿pero qué hago? Ah, espabilate. <risa> y tienes que llegar a, a pensar, bueno, pues, yo qué sé, pues me imagino esto, pero imaginación pura, es ¿eh? de decir, voy a hacer esto, a ver qué pasa.、Uh, Muchas veces es un, ca un callejón sin salida y dice, pues, la típica frase, esto no se puede hacer o no, no tiene sentido y tal, ¿no? Pero la gran mayoría de ocasiones, incluso aunque no sea lo que tienes que hacer, o te da una pista, o te dice, esto no se puede hacer porque tal, o hay una salida cómica, de forma que también disfrutas esos errores. Hay muchos casos, no es en este juego, pero en Monkey Island, que tienes que insistir. Hacer algo y yo sé, hablar con alguien, y le dices, porfa, no, no, porfa, please, no, no, porfa, porfa, porfa, y al final lo consigues, ¿no? Esto es como la vida misma. Claro, en, al principio tú piensas, si no ha funcionado la primera vez, no va a funcionar nunca, pero para nada. Esto quiere decir, si tú crees que tienes que insistir, insiste. ¿eh? Si crees que tienes que tocar esto y ponerle el alquitrán este para precintar, no sé qué tal, pruébalo. Y en el momento en el cual pruebas algo y ves que acciona. Que algo pasa, que no es la típica frase e s t o no se puede hacer, o lo que sea, cada juego tiene la suya, y que realmente ves que pilla, bueno, de una forma muy cutre, ¿no? Pero se saca de la chaqueta, pues, no sé, sea, una rueda o no sé qué, dices, c ó m o lo tenía esto aquí, y hace algo, y tienes esa sensación de desbloqueo del juego, de, ¡guau! ¡Qué guay! Puedo seguir, puedo avanzar, puedo hacer no sé qué. Eso no lo he, no lo he tenido en, en ningún otro juego. Fuera de las aventuras gráficas.、Uh -huh. eh, está muy bien el resto de juegos, pero las aventuras gráficas tienen ese componente de imaginación de tú mismo, lo que tú creas. ¿eh? Y además eran aventuras gráficas sin ayuda, lo que digo, ¿eh? sin nadie que te pudiera decir si、sí, usa esto con lo otro. Las mezclas de inventario, de juntar la cuerda con esto y no sé qué, y ahora de repente tienes un componente nuevo en el inventario. Todo esto respaldado por, por, la, por, el, por todo lo que tiene el lore del propio Indiana Jones. Ostras, es que disfrutabas una película que además tú dirigías. esto es muy difícil de transmitir a través de un videojuego. Bueno,、eh, comentas la, la, digamos, la charla que tiene Guy Bruce Streetwood ¿no? con la cabeza del navegante. Pero aquí también,、eh, con Sofía, tenías、sí. eh, la opción. ¿no? De hecho, hay un par de, de veces que la tienes que convencer de cosas que no quiere hacer. En una de ellas la convences por la fuerza, ¿vale?、Uh -huh. Pero en otra la tienes que convencer.、Sí. Cuando tiene s que hablar con el arqueólogo, ¿no? Venga, va, va. Ella dice, no, que este hombre es un viejo verde, no sé qué. Y tú ahí i n s i s t i s Con el lanzador de cuchillos. Cuando la o tienes que... l tienes que convencer de que haga el ayudante. Y al final, pues、sí. utilizas,、eh, digamos, un verbo que no es usual, ¿no? Para hablar. Y, y lo hace, ¿no? Pero、uh -huh. cuando se tiene que meter en un agujero de. de ya te lo diré. Del laberinto de nosos. Tienes que insistirle sí, tanto. En el sí, el n e minotaurio, ¿no?、Creo、Además, que tienes que ir con cuidado porque, según la, la opción que coges de diálogo, sale del diálogo, se enfada Sofía contigo y, y, y no quiere、sí. hacerlo. Pero no, no.、Eh, es, digamos, un puzzle que, que básicamente te hacía interactuar más con Sofía, que la verdad es que estaba bastante bien. Porque lo que comentas tú. Totalmente, es, totalmente. Es... Y, y no en este juego, si no recuerdo mal, ya era de los primeros de Lucas que no moría. Uy. Que queras que no te daba la tranquilidad. Bueno, uy, hemos tocado un、uy. tema. Hemos tocado un tema un poco chungo, ¿no? Morir o no morir, qué pasa con Lucas, qué pasa、bueno, con otros fabricantes. Bueno, eso sería serían, el debate que si quieres establecemos luego, pero. Yo ten, o sea, ten en cuenta que yo el primer juego de, de Lucas que jugué fue Maniac Mansion. Ahí podías、bueno. morir, pero un par de veces solo. Sí, pero yo me acuerdo en Maniac Mansion que quedabas muerto y que cuando tenías tres personajes, ¿no? Y cuando cambiabas al personaje muerto, iba a la tumba. <risa> El personaje que estaba en la entrada de la mansión. Pero no podías hacer nada porque ese personaje, yo sé, sea, pues Bernard, había muerto y estaba ahí. En Larry también podías morir. Bueno, este juego, quieras que no. Lo, lo que me gustaba del juego y me tranquilizaba de alguna forma es que no te podías quedar encallado. O sea,、sí. no podías tomar una decisión、sí. que, que digas, es que. Es que he hecho algo malo en, el, en, en una pantalla anterior y ahora no puedo seguir y tengo que pillar una versión anterior. Porque si no, claro, podías tener la duda esa de llevo tres días aquí encallado y no sé si es porque he hecho algo mal en, versión, en unas pantallas anteriores y me he dejado un objeto de una pantalla que ya no puedo regresar a ella y ahora no puedo seguir avanzando, por ejemplo, o es que realmente es que no sé qué hacer porque no he dado con la clave. Y esto te tranquiliza.、Sí. El hecho de saber que puedes salir de aquí. O sea, si aquí, avanzas. Como cuando estás en el es... laberinto del Minotaurio, ¿no? Por ejemplo, dices, sé que voy a poder salir de aquí. Si avanzas, porque es porque puedes, puedes avanzar. ¿no? Eso en c i e r r a digamos, que sería la, la antítesis, ¿no? De, de, de LucasArts. Eso, eso no pasaba. Ahí te habías dejado un, un objeto al principio del juego, no puedes volver a esa sala nunca más y te dejas e g u i r jugando. Pero bueno, a ver, sí, hay、señor. gente que defiende eso como la, re, la, la aventura real, o sea, que, que, claro, eso claro, que puede pasar、entiendo. en la vida. Pero. Yo estoy contigo, e h yo prefería LucasArts. Bueno, en Maniac Mansion podías morir. En Monkey Island solo hay una manera de morir, pero bueno, la hay. Pero aquí. Bueno, sí, en Monkey Island, en la 2, cuando mueres, que es cuando resulta que aparece Guybrush explicándole a Lane. Que había muerto, y es cuando Elaine dice: Pero no puede ser que hayas muerto. Porque, claro, todo Monkey Island, no vamos a hacer spoilers, supongo que ya, pero vamos, todo Monkey Island, el regreso de Monkey Island, el 2, para entendernos, es una explicación de Guybrush mientras está colgado de la cuerda con el tesoro y Elaine,、mm. ¿no? De forma que cuando mueres. Ah, bueno, no, claro, porque en el primero en el sí, primero. en el segundo, cuando el... mueres, es、mm. cuando Elaine te dice: No es verdad, porque esto no puede ser. Porque me lo estás contando, entonces dice: Ah, sí, es verdad, perdona, perdona. Re re re regreso a la explicación. <risa> entonces sigues ahí. Pero es cierto, en el 1 es cuando. está... Bueno, no sé si lo podemos decir, podemos hacer el spoiler. Jure, yo creo que, que ¿A eso ¿A lo、ahí? conoce、sí. todo el mundo que ha jugado、American、Pues、Mención. es cuando te pasas demasiado tiempo debajo del agua, ¿eh? para, para resumir. Que a mí me puso un poco n e r v i o s o esa escena. ¿eh? Yo cuando, cuando digo: Ay, ay, ay, ¿qué va a pasar? A ver si va a morir. No, no morí, porque. Después de probar varios elementos, cogí el, el propio Yunke y me fui por la escalera, ¿no? Pero. Un puntito de tensión de qué va a pasar aquí, porque hay un, esa sensación de, de timer, de no p u e d o estar mucho rato en esta escena, me puso un poco nervioso. A mí me sabía mal, la verdad, dejarlo morir, pero como me lo habían explicado, lo tuve que hacer y,、ah, y maté、vale. al, pobre, al pobre Guy b r u s h Además, él lo explica, ¿eh? al principio del juego dice:、eh, Yo tengo la habilidad de respirar, o sea, de m a n d a r la respiración 10 minutos. Y exactamente, pasan sí, 10、señor. minutos y el pobre Guy b r u s h p u e s flota debajo del agua. Queda ahí como un zombie. Sí, sí, sí. Bueno, como un fantasma, de hecho. Pero bueno, puedes recuperar, luego partida y ya está. Cuando ves que el tema está sospechoso, graba partida. Lo que sí que es cierto es que en muchos juegos no me gusta cuando el minijuego depende del tiempo.、Mm -hmm. O sea, cuando hay algo que tienes que hacer en función del tiempo. En, precisamente en Monkey Island, cuando tienes que liberar a, a uno de los miembros de la tripulación, se llama el que está en la sí, cárcel. Sí. No Nadie no te preocupes.、Uh, sí, bueno, tienes que ir a, al bar, pedir grog. Tener varias tazas de grog, porque la, el grog deshace, de, desmote la taza, porque es tan fuerte. Tienes que ir hacia la cárcel, cambiando de jarra a jarra a medida que se va fundiendo la jarra, y llegar y tirar la j a t i r a el grog en los barrotes, entonces se funden los barrotes. Es muy surreal. Es que claro, llegar a este punto, que tengas que pensar, que tienes que tirar grog, que es una bebida súper corrosiva, a una, a unas barras de una prisión para liberar a una persona, o sea, tienes que tener mucha imaginación ahí, eh. mucha, eh. Bueno, pues eso, así como en este caso el tema del tiempo de Guybrush debajo del agua,、uh... Claro, son esos puntos que me ponen un poco nervioso porque sé que tengo unos segundos limitados para hacer algo y no lo disfruto tanto. En cambio, cuando son más de, bueno, no pasa nada, te puedes estirar aquí tres horas hasta que lo averigües, esos me, me relajan un poco más. Pero cuando sé que es cuestión de tiempo, incluso hoy en día en juegos, ¿eh? en Zelda Breath of the Wild, hay momentos que tienes que hacer、mm, carreras con personajes que te vas encontrando y tienes un tiempo limitado que hacer un récord. Esos no los disfruto tanto, yo soy más de ir poco a poco. Por eso soy más de Mario que de Sonic. Sonic era demasiado rápido todo. A mí me gusta ir disfrutando la pantalla, tirar para adelante, tirar para atrás, etc. ¿no? Y Indiana Jones te lo permite en todo momento. Sí.、Eh, el tema con las muertes te lo comentaba porque ayer por la noche estaba en Atlantis ya.、Hmm. Digo, bueno, me lo voy a pasar antes de, de grabar Hombre, el podcast y, y así ya, ya está. Otro, o sea,、eh, lo tengo más fresco. Pero ¿qué pasa? Que me encontré con un guardia y una de las ocasiones, pues,、eh, él me derrotó y me di cuenta de que no había salado partida desde el submarino, con lo cual.、Eh, Ah, Desde el submarino. Desde el submarino、wow. Con lo cual ahí se quedó. Y dije: Venga, me lo voy a pasar. Pero la semana que viene. Que, que ya vale. Es muy tarde. A ver, e l submarino ya te lleva. Pero claro, después tienes que hacer todo el laberinto. Ese circular. Y es, uf, es complejo ese punto. Sí, sí. Claro, cuando lo haces por primera vez, lo, lo vives. Esto también me ha pasado mucho con, con aventuras gráficas. Que cuando lo, lo haces la primera vez, lo vives y que te puedes pasar muchas horas haciendo algo, aunque sea poco, pero, pero que avanzas. ¿no? Pero en el momento en el cual quieres avanzar, o sea, rejuegas el juego una vez más y sabes ya todo lo que tienes que hacer, no, claro, no lo disfrutas tanto porque no lo estás descubriendo. Y hay puntos que tú recuerdas. Si yo tuviera que hacer otra vez lo del globo, por ejemplo, me aburriría un poco. Lo entiendo, porque es rollo trial and error, casi casi. es. Ahora h a z e s t o a l o de o t r o También cuando tienes que hacer cosas que están muy alejadas, que gracias a las aventuras gráficas, el, el recurso típico del mapa, puedes moverte relativamente rápido de un sitio a otro, ¿no? Muchas veces haciendo doble clic o avanza rápidamente el personaje o ya directamente se planta ahí, ¿no? Y esto me pasó un poco también con t i m b e r w e e d Park, que, que hicieron los creadores de, de、sí. Monkey,、uh -huh. bueno, Ron al menos, que... Ron Gilbert, que. que Hasta que no tuve el mapa, que lo consigues、no sé, pues、al 25% de juego así, se me hacía muy pesado tener que ir de un sitio a otro haciendo todas las pantallas, caminando, etc. ¿no? Con lo que yo creo que es un recurso, porque claro, esto pasaba cuando los creadores dijeron vamos a hacer este mundo y todo esto. Claro, si en algún momento tienes que volver atrás y tienes que ir a la otra punta del, de la zona en la que estás, porque tienes que ver a ver si te has dejado algo, es un poco tedioso tener que pasar por todas las pantallas. En cambio, se inventaron, se sacaron de la manga los mapas, llámale mapa, llámale teletransporte, lo que quieras, para facilitar todo esto. Porque si no, a ver, una cosa es estar encallado y, y tener la,、eh, el incentivo o el reto de saber desencallarlo. Y la otra es, uff, tengo que ir ahí, volver, ir, volver. Y cuando es demasiado excesivamente mecánico, que no hay reto intelectual, sino que es simplemente un reto mecánico de ir, volver, ir, volver. Esto se puede llegar a hacer un poco pesado, pero en este caso el juego no lo tenía en ningún momento. La primera vez que juegas, evidentemente. Luego ya puedes, si ya lo sabes todo, hacerlo, repetirlo, no tiene tanta gracia. No, la verdad es que el juego está bastante bien localizado, o sea, no localizado de, de idioma, que también, sino simplemente que, que las salas a las que puedes acceder, pues es. O sea, está acotado más bien. No, no te abre、claro. todo el mapa y tienes 10、claro. localizaciones a la vez. Ahí está. Esto es un, es un muy buen acierto. Es que fíjate que uh, uh, los, los juegos estilo Zelda Breath of the Wild, que puedes ir de todo el rato en todas partes, claro,、uh, hacen que ostras, tengas tantas variables de dónde poder ir que no sabes por dónde tirar. En cambio, estos juegos, no solamente Indiana Jones, sino la gran mayoría, es lo que dices tú: te acotan una fase que hay un momento en el cual es el cambio de disquete de turno y es, hey, esto ya es otro punto, otra fase del juego, ya no puedes volver atrás. En Indiana Jones te permitía ciertas. Flexibilidad, pero lo que ha e s t á pasado y está pasado, y ahora céntrate en hacer algo con los objetos que tienes aquí y en las pantallas que te menstruamos en esta parte del juego. Y esto, como bien dices, acota el juego de forma que no. Te saturas, porque igual piensas, igual ahora tengo que volver al despacho de Indiana Jones, volver, pillar el mapa, volver atrás,、uh, con, como las películas, que esto también es muy clásico, ¿no? que cuando vas de un sitio a otro、eh, se mueve a través del mapa típico de Indiana Jones, y oye la música, ta, ta, ta, ta, y se ve la línea roja que va de un sitio a otro, no, y ahora me voy al Cairo, ahora me voy a Mónaco, no sé qué, y esto te mete una vez más en esa película que has dicho al principio, ¿no? Y lo vives, vives una película de Indiana Jones que para mí le da mil vueltas A la cuarta de la Uf, saga. Pero ¿no? muchísimo. Bueno. Yo, yo quería esta e e sí, sí, Yo q u r esta película. Mucha, mucha gente lo dijo.、Eh, ojalá saque en la película de. O sea, de hubo, juego, hubo rumores, pero. pero estaba pero... difícil. Bueno,、eh, había dos versiones de, del juego: una versión en floppy, en cinco disquets, y otra versión en、uh -huh. CD-ROM, con las voces en inglés.、Y、yo, por la edad, o sea, por el año que lo comentas, imagino que tuviste la versión de floppy, ¿no? De disquetes. Sí, señor, ni voces ni nada, todo en MIDI. ¿Sabes qué sonaba no, ahí cutre? Sonaba... Pero para mí era una banda sonora. Fue fabuloso. Ten en cuenta que yo tenía un 286 <risa> con m o n i t o r monocromo y pez speaker.、Wow. Y lo tuyo era un sueño para mí. Sí, sí, tenía la. ¿Cómo era la tarjeta gráfica esta? Ahí digo, gráfica, la sonora. La, Sound Blaster. la, Atlet, sí, la, la Sound, Sound Blaster. Estaba la Atlib, la Sound Blaster, la Roland. La Atlib y la、uh -huh. Sound Blaster. Sí, sí, yo tenía a r s o n Blaster y claro, eso sonaba maravilloso. Y sí, sí, era los disquetes, ir cambiando de disquete. Y bueno, teníamos también el sistema de antipiratería. Bueno, lo digo entre comillas porque claro, en este caso eran,、uh, era, precisamente estaba muy integrado en el juego porque eran estas tres rodecillas que tenías tú que ir combinando para dar、uh, el símbolo correcto en este caso. Yo recuerdo que cuando me lo habían pedido amigos, El juego, porque lo ibas pasando、sí. y tal, pues se hacían fotocopias y luego recortaban y se hacían sus propia、uh, u su propios círculos de símbolos para, para conseguir esto. n o Y esto lo hemos visto, vamos, en muchos formatos, menos el Larry, que comentábamos antes fuera de antena, que te hacía preguntas de cultura、um, real, Amer americana, los、eh, de los 60, 70. <risa> Que ahí sufríamos mucho con mi primo, yo me acuerdo, para, para poder empezar a jugar. El resto, yo he visto de todo, incluso algunos que eran fotocopias, pero que no se podía hacer porque iba con una lupa de estas Roja.、um, uh -huh. um, rojas y que tenías que pasar por encima para ver. Entonces, la fotocopia la tenías que hacer primero, tenías que copiar, comprar un celofán, una rojo, hoja de estas. De, sí, un celofán, colocarlo, entonces hacer la, fo la fotocopia y pasarla. b u e no, he visto de todo en el Monkey Island también, ¿no? Era este estilo de, de ir Combinando cosas con los, con los caníbales o los n c y tal, ¿no? Con lo que eh, también eh, es una época que recordamos de pasar los disquetes con, con fotocopias de la antipiratería, ¿no? Pero que vives. Toda la película de principio a fin disfrutando cada momento. Y sí, que es cierto que había momentos que te podías quedar encallado, pero también los disfrutabas y comentabas con tus amigos: Hey, ¿qué has hecho? No sé qué. Y el que no sabía una cosa sabía la otra, ¿sabes? Sí, sí, no, no. Eso era el cooperativo deslocalizado. En lugar de cooperativo local, era cooperativo, pero cada uno en su casa. Ahí está. Bueno, los requisitos del juego eran IBM PC compatible, el que tenía la versión、uh -huh. de PC, con un 286,12 con 12 MHz mínimo. 540K de memoria convencional RAM libre, VGA o MCGA256, ¿vale? Que básicamente era una VGA de IBM, y aproximadamente 10 MB de disco duro. Incluso en el manual te pone que necesitas 9,4 MB y 50K para cada sala de partida salvada, aproximadamente. Qué fuerte. El motor del juego, como has comentado tú, es el s c u m pero con solo 9、uh -huh. verbos. La verdad es que incluso se podían r haber utilizado menos, porque también está abrir, cerrar,、sí. empujar, tirar. Que, pero bueno, sí,、eh, nueve verbos está bastante bien. Sí, al bien. final se podía resumir en un usar、sí. casi, casi, la mayoría de ocasiones. Y el gestor musical y muse, ¿vale? Es un gestor que se sacaron de la manga para que el juego fuese cambiando el sonido al mismo tiempo que las acciones que, que tú tomabas o lo que iba pasando en pantalla. ¡Guau!、Wow, esto es película total. <risa> bueno, es lo que decíamos: desbloqueas algo, lo haces correcto y ¡pum! Ves que la música cambia. Es ¡Sí, sí, sí! Es una, una pasión. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y algunas curiosidades, ¿vale?、Mm. No sé si te acuerdas, hay un par de escenarios oscuros, ¿vale? Que t i e n e una sí, curiosidad. Que tienes que ir tocando sin ver. <ríe> sí, sí, que... se sustituye el verbo de, de, digamos, del digamos, d e scum de mirar, se cambia por tocar. Cierto. Y lo mejor de todo es que lo ves muy oscuro, pero si te vas, yo qué sé, a hacer un pipí y luego vuelves, pues <ríe> ves que se ve, se ve más. Y es que se. ¡Cierto! Sí, sí. sí. Porque se acostumbra a la vista de, de Indiana. Correcto,、caso. esto es muy, muy, muy curioso. De hecho, al final, cuando llevas mucho rato, casi ves lo que, lo que hay allí. Bueno, uno de los objetos que Indy puede obtener de Omar Al-Jabbar, que si,、no te, eh, si te acuerdas es el, el señor este que, que, al que le coges la máscara en, en Argelia. Sí,、vale. sí, sí. Es sí. una pelota de béisbol firmada por un jugador de, de la época, l o u g e h r i g、sí. Pero si la miras, pone que está firmada por un tipo que se llama Ron Gilbert. <risa> es un guiño, ¿no? Al creador de s c u m Vale. En los archivos del juego hay dos localizaciones que no se usaron, ¿vale? Una es Leningrado, en Rusia, pero la otra es、uh -huh. Cádiz, en España. Anda, pues mira, está en、no、la zona. Y、sabía. es porque, claro,、eh, realmente está en las Azores, ¿no? Está en Argel, está muy cerquita de, de, la, de la entrada del Mediterráneo,、uh -huh. ¿no? Está muy cerquita de, de Cádiz. Bueno, esto simplemente gente que se ha dedicado a desmontar el juego, ¿vale? Los ficheros y ver que esto estaba allí pero que no se usó. A ver qué había hecho. Sí,、ido. sí. ¿Yos sabéis qué había hecho? ¿Qué había llegado a hacer? Y creo que esto lo hice con Simon the Sorcerer. Lo que hice fue llegar a encontrar los archivos fuente de los textos. Ajá, y cambiarlos. Creo que esto lo ha hecho. Y cambiarlos. Sí, sí. Entonces, claro, ya ves, te sirve para ti echarte unas risas, pero. Tú podías poner tus diálogos y sabiendo cuál es el diálogo que tenías que elegir, porque si lo cambias nula a lo loco, luego no sabes qué decir, ¿no? Y, y, y te echabas unas risas tú de, sé, oh, pues, oh, Sofía, qué guapa que estás. Y la otra decía, sí, vengo de la pelo, yo qué sé. Te podías inventar todos los, los、uh, archivos ahí, todas las frases. Esto era divertidísimo, más que nada si venía alguien a casa y flipaba, ¿no? Pero para mí eso era un jateo, ¿sabes? <risa> De en mayúsculas, ¿no? Y cambiar, sea, yo qué、sí. sé, por ejemplo, Cybomb, que、Popo. los diálogos sí, no, eran. Perdona, perdona. Yo era. d No, no, p e r d o n perdón, sigue, sigue. No, que digo, yo los diálogos era de gastarlo、Blanc. todo. O sea, era de. No, ah, vale, pues este es el diálogo. No, no, no. Yo era de gastar todas las opciones, aunque fueran un poco tontas y tal, y que van desapareciendo a medida que las vas usando. Pero yo era de uso exhaustivo de todo el diálogo. Evidentemente, el que me gustaba, pero incluso antes de ir al, al que tú ya ves que es el bueno, gastar otros para tener información, que igual en ese momento no hace falta, pero luego sí. Pero era muy exhaustivo. Los diálogos no los pasaba rápido, sino que gastaba todas las opciones hasta. Seleccionar la buena que yo ya veía que si elegía esa, continuaría todo sin dar opción a volver a, a las opciones antiguas. Y en el caso que me pasaba, intentaba volver a hablar con la persona para ver las otras opciones de diálogo. Tú con el perro de la taberna de Monkey Island estuviste rato, ¿no? También. Bueno. <risa> Bueno, hablé con ese perro. Es muy divertida esa escena del de, de s c u m Bar porque además hay un borracho, bueno, un pirata ahí medio borracho que te habla del s c u o m como tal. O sea, del sistema de s c u o m y tal, y te hace propaganda. El s c u o m es un sistema que yo he hecho mucho de menos. Lo disfruté mucho con, con t i m b e r w e e d Park, volver a recuperarlo,、sí. porque te daba esa, esas opciones de hacer cosas raras, abrir un elemento de tu inventario. Ahora han tendido más a que si haces clic, pues ya se entiende. Si es una puerta, la abre. Si es un objeto y se puede abrir, pues lo, lo, lo abrirá. Y si es un objeto que no s é q u é t e lo contará. Y esto lo, lo empecé a ver con de los últimos Monkey Island, creo que fue el 5 o así, que ya pasaron del sistema s c u m a un sistema de、uh, contexto, en el cual si seleccionas un, un, un,、uh, un objeto con el que puedes interactuar, hace lo que se supone que se debe hacer con ese objeto. Pero yo lo echo de menos. Recuerdo mucho una escena, porque lo de las escenas oscuras. Que vemos en este juego, luego se ha conservado hasta la actualidad. Porque, por ejemplo, ahora con Zelda Breath of the Wild hay un par de momentos también que son escenas sin luz, ¿no? Y tienes que ir tocando y ver y tal, y antorchas, ¿no? Pero viene todo de aquí. La típica, cuando estás jugando, los que nos gustan estos juegos, cuando estás jugando y ves que hay un momento que es una escena todo en oscuro. Ya, ya sabes de qué va. Es, ah, vale. Es la, este juego tiene una escena de estas oscuras que he visto tanto repetido esto en otros casos, ¿no? Y en, recuerdo con mucho cariño el Larry, que también hay un momento que ocurre esto y te cambia todos los verbos. No solamente el de tocar que comentabas ahora, sino que todos cambian y son. Tocar, sobar, lamer, besar, y todo porque está como metido en una especie de orgía rara y tal, y todos cambian, y hagas lo que hagas, no vas más allá, ¿no? En el caso de Monkey Island, recuerdo que no es oscura, pero es una escena que no ves de nada, que es cuando entras a la mansión, a la mansión de la gobernadora, de Lane, que te metes por una puerta, y ahí hay un, una escena súper bizarra, que no ves nada, solamente puedes usar cosas, de hecho, hay una p a r t e q u e v a sola. Pero qué rollo, usar labios de cera con rinoceronte y no sé qué. O sea, ¿qué dices? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío. Y al final sale, ¿no? Por el otro lado. Es un poco un guiño también a estas, estas escenas que, que tienes que ir pasando con el mouse, pantalla a pantalla, pixel a pixel, hasta que detectas algo y puedes medio interactuar cuando encuentras un interruptor de turno. ¿no? Pero son muy divertidas, porque es lo que decíamos como los minijuegos. De repente es, ¡ay! Algo distinto, ¿no? Vamos a ver cómo enfocarlo. Sí, sí. En Sierra, en la competencia,、eh, tenía una aventura conversacional, bueno, era medio gráfica, medio conversacional, que se llamaba ¿Sí? Mystery House. Que Si no encontrabas、sí. una fuente de luz, pues directamente el juego se iba oscureciendo. Cuando se hacía de noche, pues ya no veías nada. Qué b、bueno. y, y ahí,、bueno. ahí estabas.、Eh, la pantalla en negro y ponte a, a moverte. e q u e le t e n í a s que decir? Norte, sur, esto. Es o que、este. las aventuras. Claro, es que, bueno, esos primeros juegos que eran aventuras solo texto, que escribías mirar. Y te decía, hay en el horizonte no sé qué. Y lo leías, era todo texto, sí, sí. ¿eh? Y decía, hay una puerta, hay un no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ir a la puerta, escribías. Entonces, abrir la puerta, mirar, y t e n í a s que ir porque no había gráficos. v a l e Bueno, es la evolución, es curioso, es la evolución. Los que somos un poco más veteranos, pues recordamos que al principio era solo texto, luego añadieron imágenes, luego llegó, llegó SCUM, y poco a poco ha ido todo a más. ¿no? Pero. Igual soy un nostálgico, pero creo que los juegos de hoy en día, todo esto. Igual porque ya no soy tan joven, y claro, no vives la vida de la misma forma, con más responsabilidades y trabajos y críos、mm -hmm. en casa. Pero esa magia que tenían esos juegos. Ojo, los juegos de hoy en día están muy bien, y yo, por ejemplo, soy fanático del Zelda, pero no me transmito. Me lo paso muy bien, ¿eh? Pero el primer Zelda que jugué me transmitió cosas que el último no, aunque, esté, aunque le dé mil vueltas a nivel técnico. Bueno, es que se han estandarizado los juegos y realmente, cojas la、sí. franquicia que cojas, triple a ¿eh? hablo, no, no juegos indie.、Eh, más o menos se manejan todos igual,、sí. sabes más o menos lo que tienes que hacer en todos, pero en los antiguos se estaba experimentando con la jugabilidad y cada uno era diferente. Sí. Sí. Yo echo de menos aventuras ¿eh? gráficas. Yo lo dije un día en mi podcast. Propuse como idea de negocio hacer un, un juego con, con s c u m O sea, hacer un juego estilo, bueno, como hicieron en el caso de Timberweight、mm -hmm. Park. Y, y me propuse incluso financiarlo, hacer campaña de crowdfunding y tal. Y hay un motor para hacer juegos de s c u m y tal. Lo que pasa es que no encontré el programador adecuado. Pero yo sigo manteniendo esa apuesta ahí. Lo dejo encima Luego, de la mesa. Con lo que se diga a tus oyentes que q i e r a Fuera quiere, de micro te va ¿vale? a contar una cosa. Venga, va. Pero Yo estoy ahí con ganas de hacer esto porque me apasiona. Me apasiona. Bueno, un par de curiosidades más y, y casi ya、eh, terminamos. Que tú ya tendrás que ir a hacer otras cosas. Mira. Pero lo estoy disfrutando <ríe> mucho. O sea que tranquilo. Vale, vale. No, no pasa nada si nos pasamos. Vale, pues bueno.、Eh, Sofía está basada inicialmente、uh -huh. en María Elizabeth Mastrantonio. ¿vale? Uh -huh. O sea, la, la guía que tuvieron para, para que tuviesen alguien en mente, los diseñadores y los programadores. Eh, pues era ella, la actriz. Pero cuando se hizo la portada del juego, se utilizó de modelo a Lucy Bradshaw, que era la gerente de LucasArts por aquel entonces. Era una chica de la casa.、Oh, bueno. Pero las imágenes de rotoscopia que se usaron para modelar la animación de Sofía son de Colette Michaud, que era una chica que trabajaba en el departamento de arte de LucasArts. Qué bueno. Te <ríe> a b u e r d a s de la rotoscopia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. es una edad ya irdesque. ¿Se c u e r d a n Bueno, se iba a hacer una nueva aventura gráfica de indie, ¿vale? Esta se llamaba Indiana Jones and the Iron Phoenix, ¿vale? Y el, y el Fénix de Hierro. En la que los nazis se ocultaron en Bolivia para resucitar a Hitler de sus cenizas. ¿Pero qué pasó? ¡Guau!、Wow. Pues que,、eh, digamos que las aventuras de, de LucasArts se vendían muchísimo en Alemania. Y en Alemania,、ah. esto. Es, o sea, digamos, era impensable, ¿no? no podían vender este juego, hubiese sido automáticamente censurado. Pues, como se vendía muchísimo allí,、eh, se le dio carpetazo al proyecto directamente. Por el tema nazi. Que si te das cuenta, en Indiana Jones, And Effect of Atlantis, según, bueno, claro, según la versión que uses.、Eh, a lo mejor, si,、mm. si utilizas la versión alemana,、eh, se han sustituido las, las esvásticas por cruces. ¿Vale? Para, para que no se vean. Oh, qué bueno. Sí, sí, porque en Alemania vale, eso vale. está p r o h i b i d o Claro, es que está. Claro, es que está, está difícil porque, claro, venía de la película, con lo que veniendo de la película, pues el argumento era el que era, y no podías evitarlo, ¿no? Y cuando sale Hitler y tal, pero, bueno, al menos lo adaptaron un poco. Y supongo que por eso decidieron hacer un u n d e f a t e of Atlantis, como juego,、uh -huh. porque ahí, como no entra tanto el tema y estamos hablando más de,、uh, ¿sabes?、Es、muy fantasía. De, sin, sin meternos en la guerra y tal, sí, pues,、eh, ahí a él se encajaba más, ¿no?、Uh -huh. Eh. La idea del juego, o sea, ellos tenían un guión de Chris Columbus que, que les pareció a Hal Warhood、eh, una porquería. Y pues hicieron un brainstorming. <risa> y se ve que el, el rancho Skywalker tiene una sección de documentación, vamos, de, de una biblioteca allí del de, de copón. Y estuvieron viendo, <risa>、eh, digamos, unos libros de, de estos de frikis, de misterios y tal, en, lo que, en los que salía Atlantis. Y salía la ciudad de Atlantis con, con tres círculos concéntricos y tal, y de ahí sacaron un poquito la. La idea es que hubiera sido una peli tan buena. La verdad es que es era que... perfecto el, el、sí. tema en lugar de meter extraterrestres de por medio, por amor de Dios. Bueno, pero tú ten en cuenta también que cambiaron los enemigos, n o cambiaron los tiempos. Este indie mayor, ya también,、sí. porque tú lo que harías sería coger una, una persona más joven n o y que directamente, como James Bond, ¿no? nueva o n aventura de indie, claro que va cambiando y aquí no pasa nada. Lo que pasa es que esto es. Carcamales, ¿no? <ríe> Harrison Ford, Lucas y Steven Spielberg, pues no, no, no, no están por la, la labor. Bueno, porque claro, como no ha sido la tradición, si hubiera sido como el principio, desde el principio, que en cada Indiana Jones hubiera sido uno, porque al principio tenía que ser Tom Selec, Magnum, imagínate, ¿no? Indiana Jones, pero no pudo porque empezó con Magnum, ¿no? Pues, y no les dejaron, o sea, no le dejaron a él hacer ambas cosas, él sí que quería, ¿no? Pero quedaba bien, ¿eh? Hay por ahí algunas escenas, si buscáis en YouTube, de Indiana Jones,、uh, Magnum, Tom Selec, y lo veréis. Pues, claro, a la cuarta película cambiar es un poco raro, porque solamente eran tres pelis. Claro, Indiana Jones, como hay, hay digo,、uh, James Bond, como hay tantas. Eh, pues, es, pues bueno, cada, que, cada, que cada James Bond dure 3-4 p e l i s es normal, pero en este caso, claro, como se paró también de hacer、eh, Indiana Jones y, y teníamos que hacer una cuarta última, hubiera sido un poco raro. Hubo un amago ahí de que su hijo pillaba el gorro al final de la p e l i y él viene y se lo quita y dice, trae para acá, ¿sabes? Menos mal. Pero, pero no, al final no, al final no. Es que se tendría que haber hecho pues, mucho antes, o sea, aprovechar el tirón, pero bueno. Quién soy yo para decir a la industria de Hollywood lo que tiene que hacer, pero a mí me hubiera gustado mucho que, a l cabo de un par de años, después de la saga, se hubiera hecho esta. Y durante la época en la cual jugué y estuve mirando por ahí y tal, había esos rumores de, ostras, va a ser la siguiente y tal. Pero al final nunca se, se llegó a hacer. Hubiera sido muy chula. Yo creo que es cosa de, de Harrison Ford directamente. ¿eh? También te lo digo. Que ya, estos ya, papeles, estoy, ya está. No le, ya. De, no le acaban de hacer el peso. Pero igualmente, mira, se hizo Han Solo. Y no ha pasado nada, o sea.、Uh -huh. no... Exacto. En fin. Exacto. Sí, buena peli, por cierto, ¿eh? Muy chula. Porque rellena. Está ahí Rock One. Rellenan huecos、uh -huh. entre sagas, entre trilogías, que queda más bien explicado todo. Han hecho un bastante buen trabajo con las dos pelis sueltas. A mí es que me, de Star Wars me gustan todas, aunque hay gente que la nueva trilogía pues, le parece una porquería, pero yo te digo que no, yo... a mí me encantan. No, yo, la, yo las he disfrutado todas. Esta Semana Santa, con confinamiento y mi hijo, las vimos todas del tirón, pero en orden cronológico, no en orden de. q u Esto e es la típica duda que hacemos. ¿La vemos por orden de, de, de publicación y de lanzamiento o la vemos cronológico? Y como mi hijo ya sabía lo del luxo y tu padre, pues como tampoco había mucho spoiler para hacer ahí, las vimos en orden cronológico para entendernos. Sí que había algunos saltos de calidad, claro, de las primeras tres a las,、eh, las tres del medio. Pero te digo algo, no tanto, ¿eh? O sea, yo pensaba, ahora vamos a ver aquí, vamos, un cambio de calidad que mi hijo va a decir que ha pasado aquí, estos son t o d a s maqueras. Pero no, no, ¿eh? La primera, la cuarta entrega, bueno, la cuarta que es la primera,、uh -huh. se defiende muy bien después de haber visto las tres primeras, ¿eh? Y las que van de por medio. Es que las tres primeras. Que... Eh... Chapó, ¿eh? Sí, las tres primeras son del cambio de siglo, que, que justo ahí los TGIs se notan más que ahora, mucho más. Y a lo mejor los animatronics que se usaban、uh -huh. antiguamente estaban en todo su esplendor y se, y se ven bien. Seguramente. e l único que era un poco rarito era el Yoda, para <risa> entendernos.、Eh, veniendo del Yoda de las tres primeras, que mi hijo dice: Está un poco raro este Yoda. Este Yoda está pocho. Justo, el Yoda está. Un, está... <risa> Sí, está como poche, ¿no? e s t a b a como un poco raro. Están medio locos. Este Yoda, ¿no? Este no lo este Yoda quiere tierra,、así. ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí. Pero aparte de esto, bueno, y mi hijo los ha disfrutado todos. Y también hemos visto Mandalorian, o sea, lo hemos visto todo. y e n Y en orden, ¿eh? También. Mandalorian va este, entre esta saga y esta saga. Pum, pum, pum, todo. Y lo ha disfrutado mucho. Y yo también, ¿eh? Porque también he refrescado cosas, he ligado cosas que se me habían pasado y tal, ¿no? Pero vamos, lo recomiendo muchísimo. Lo hemos aprovechado ahora que está todo en Disney en Disney Plus. ¿eh? Hemos aprovechado hemos hecho todo del tirón. Que ahora hace poco colocaron la última, que aún no estaba, y la tuve que buscar por ahí, y me tragué una versión de 5 horas. No sé cuál pillé, alguna、Madre、versión、bien. del director de estas, que era más larga de lo habitual. Pero la disfruté también mucho. ¿eh? Se nota en todas estas, sea Indiana Jones, sea sé, pues, Star Wars, pero se nota que hay ese. Esa, esa parte cinemática en el juego, ¿no? Es decir, esto es un juego, pero como has dicho muy bien al principio, es una película, está avanzando, tiene su、eh, inicio, nudo, desenlace,、uh, disfruto los momentos, como comentabas, que cuando consigo algo, cambia la música. Todo esto te traslada, y además, como es una cosa que juegas habitualmente solo, no es una cosa que hagas con gente, ¿no? Como ir al cine,、sí. sino que estás solo. Es muy próximo a ti, vi, es muy vivencial, la experiencia es muy positiva y, ostras, te queda grabado. Yo que me acuerde aún de cómo se hacían cosas. Ahora me pongo a jugar a Indiana Jones, no, no me lo he podido pasar esta semana por, por, te, por tiempo, pero yo sabía que tenía que hacer en cada momento. Igual hay algún, algún momento en el cual no, no te acuerdas, pero con el contexto que te dan, el pie que te dan, dices, así,、ah, tengo que ir a hacer esto. Y de luego tengo que... Y estoy hablando de un juego que jugué en el 92. q u Estamos e en 2020. Sí, sí. ¿eh? Y me、uh -huh. acuerdo. ¿Por qué? Porque lo descubres tú. Y cuando algo descu lo descubres tú,、eh, es mucho más fácil que luego lo recuerdes. Sí, sí. Pues, oye, solo me queda decirte: ¿cuál es tu parte favorita del juego? Oh, buena, muy buena. A ver, al principio me gusta mucho porque hay toda la parte de, de, de, de conocer a, a Sofía y tal, ¿no? Luego,、ah, ostras, la favorita seguramente será. A ver, las que no me gustan son las del Minotauro. El, el, el, el, cuando estás buscando e l Minotauro en. Nosos, en Osos, ¿no? Era en la, Creta. En, sí, sí, en Creta, exacto.、Uh, era un poco aburrida y la última, ¿no? Yo creo que es cuando estás al principio que vas a. Antes del globo. Cuando empieza la aventura como tal y vas a, a ese mercado que empiezas a encontrar a gente, el lanzador de cuchillos que estás en esa zona que buscas al, al de los artefactos que te vende la máscara y tal, todo, todo eso que era muy Indiana Jones me recordaba mucho a, a, a ver, era el templo maldito, si no recuerdo mal, que hay la escena con el de las espadas, que viene Indiana Jones y viene el ninja ese con las espadas y le pega un tiro. Uh, me recordaba un poco a eso, y claro, yo siendo niño y recordando todo eso, esa parte y la complicidad con Sofía, esa es, la, es mi parte favorita. Evidentemente me han gustado todas las partes, pero la que recuerdo más Indiana Jones, más e estilo Indiana Jones, es el principio y cuando empiezan a pillar el mapa, a viajar. Van, hay un momento que van a Mónaco incluso, todo eso era súper Indiana Jones, y esa parte es la, la que recuerdo con más cariño. Muy bien. Pues bueno, la, la mía es precisamente cuando van a Mónaco y tienen que entrar c o n a una casa. A, una a persona. casino, ¿no? Bueno,、eh, eh, está. A t r o t i e r m o n s h e r t r o t i e r se llama. Y,、uh -huh. y básicamente lo tienen que engañar para hacer una, una seance, -se, ¿no? Una oh, qué bueno eso. Sí, sí, sí, en la mesa esa, ¿no? Y tienes que conseguir, pues, una sábana, tienes que conseguir una linterna y la máscara para hacerte pasar por un fantasma. Sí. Eso es muy, mi trozo favorito sí, sí. del juego, la verdad es que me encanta. Por, porque si no lo haces bien.、Uh -huh. Te descubre, te dice, esto es una, porque él tiene el disco, y tienes que conseguir su disco, ¿no? Y que se vaya de la habitación y se deje el disco. Y lo que dices tú, tienes que conseguir una sábana para hacer un fantasma. Pero si no tiene iluminación, por ejemplo, por dentro, pues no cuela. Entonces se va enfadado y dice, me estáis intentando estafar. Y se va. Y, y, y luego, evidentemente, puedes probar otra vez. Es、vas y dices, no, no, perdón, ahora sí que realmente no sé qué.、Mm, disculpe, segunda posibilidad. Y puedes repetir tantas veces como quieras. Este señor le gusta es que le engañe. Creedulo, pues... Es muy crédulo, es <risa> muy crédulo. Sí, es muy crédulo. Oh, pero es, es muy divertido ese momento, sí, señor. ¿Con qué lo iluminabas? No me acuerdo. Con、Ahí、la de... lámpara.、No, no, d de... Era fácil, l e r d a d Porque en Mónaco solo había una habitación y tenías una, una linterna、uh -huh. en el armario del lavabo. Ah, la linterna.、Vale. Y luego lo que sí que tenías que ir era a Argel a buscar la, la máscara. La máscara, sí, sí, sí, sí. m b i é n me acordaba de. Porque también hay un momento que tienes la lámpara de alquitrán esa, y d í a no me acordaba si、sí, se tenía que usar, pero eso es posterior, claro, claro. Buah, ese momento es clave. Y además contrasta un poco con el principio del juego, que es cuando le chafas tú la, la presentación a Sofía, a, lanzando el fantasma de. de, de no Nurapsal, ¿no? Sé Dios, ¿no? ¿eh? A, sí. Mientras está. Sí, Nurapsal, exacto. Y le chafas el truco. Y aquí al contrario. Participas a, que, a engañar a, a Monsieur Trottier. Un clásico, sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno,、eh, ¿recomendarías el juego a jugar a día de hoy? ¡Buah! 100%, yo de hecho lo he comprado y he jugado Steam? con Steam. Sí, sí, en Steam, bueno, yo tengo todo lo retro. En Steam tengo todo lo retro. Y cada vez que sale alguna remasterización de cualquiera de estos juegos,、uh, la pillo, <ríe> siempre.、Uh, lo último que jugué creo que fue en iPhone, Monkey Island, que también te lo tenemos ahí. Y me recordó, era un, es, es la versión remasterizada y tal. Y creo que también hay el 1, si no recuerdo. Como he jugado con Steam, he jugado en iOS he jugado en todo. Incluso he jugado con mi hijo mayor, Jan, que ahora ya tiene 9 años. Y cierto es que le tienes que. Animar, lo tienes que animar un poquito en cuanto a, mira, esto va así y tal, porque no es un juego. A ver, es una aventura gráfica, o en este caso este juego, necesita que la persona quiera jugar este tipo de juegos. Claro, actualmente, pues, no sé, Jan le gusta pues, jugar a, a ...jugar a, o sea, a Minecraft o a juegos que entras y haces cosas, ¿vale? Aquí, como es un juego muy reflexivo, ...si, igual solo no lo haría, pero si yo le incentivo y le acompaño y digo, mira, vamos a hacer esto y ahora usar esto con esto. Incluso,、um, g u a r d a n d o las distancias del tema de los gráficos, que no son los gráficos que hay hoy en día, le interesa. Yo recuerdo que jugué con él hace un par de años al Maniac Mansion, al Day of the Tentacle, y le gustó mucho por la parte cómica y por el hecho de que puedes hacer un poco lo que quieras dentro de este ámbito. Y el hecho del open world, bueno, no es un mundo abierto como tal, pero que puedes ir donde quieras, que no te dicen, ves por aquí o、oh, haz esto, ¿no? Sino que,、hey, puedes ir por donde quieras. Con lo que yo creo que cualquier persona. Puede disfrutar siempre y cuando tenga en mente que esto es una aventura gráfica, que han pasado a la historia un poco, por mi pena, ¿no? pero han pasado a la historia, pero que lo van a disfrutar muchísimo, incluso hoy en día. Estamos a 2020 y este juego es un juego que, lo, si no lo has jugado, lo puedes disfrutar muchísimo hoy en día. Si tienes un poco de tiempo libre y escuchas si te encallas, puedes hacer un poco de tiempo. Mirar un poco de YouTube. Bueno,、eh, en SCOOM se juega perfectamente también.、Eh, yo estaba jugando la versión、mm -hmm. con sonido, con, o sea, con voces, que, que en su día pues no pude disfrutar de ella. Y la verdad es que es p e c t a c u l a r Todas las líneas de diálogo están dobladas, es una pasada. Todas, sí, sí. Y una pregunta más:、eh, cuando jugaste con tu hijo a, a los nuevos de Monkey Island, ¿elos l preferían la versión remasterizada o la vieja? Pues es curioso porque les enseñé ambas, ¿eh? Tal, pero yo elegí la remasterizada por temas de, q u e hubieran un poco, para hacerle más fácil el tema del juego, pero prefería la, la antigua porque,、sí. claro, el contexto del juego como tal es más coherente verlo en un entorno antiguo, ¿no? Es decir, esto es lo que era, esto es una adaptación y está bien, pero curiosamente que yo pensaba que me dirían que, que se ve cutre o que se ve pixelado, que se ve no sé qué, Pues no, para nada. De hecho, Jan es muy fan de Minecraft, ¿vale? Y Minecraft son sí, píxeles. Sí. Básicamente está todo súper pixelado. mí me pone hasta nervioso. Uh, y es que realmente nosotros, quizás ahora tenemos una mirada más sibarita de los gráficos,、uh, pero que los niños no. O sea, si el juego te captiva, puede ser un juego con un tipo de gráfico, como el de las aventuras gráficas que estamos comentando de los años 90, sin que haya ningún tipo de problema. No hace falta, porque ese juego no se premia precisamente el gráfico, sino que se premia el. el El, la imaginación, el, el genuismo de mezclar cosas con otras cosas, el tema de la película como tal. Y como tampoco lograríamos unos gráficos de estilo película, es casi que mejor quedarse un poco más lejos y verlo más retro que no.、Uh, bueno, al menos este nivel de juego, ¿eh? Si hubiera sido un primer Larry o un, Day of the,、uh, un Manic Mansion 1. Quizás ahí sí que hubiera habido este punto. Pero este juego se, se defiende muy bien, solo la primera versión, bueno, ambos,、uh, sin remasterizar ni nada, totalmente. Muy bien. Pues bueno, Joan, muchísimas gracias por haber traído este juego al programa y por tu presencia. Y... Muchas gracias por invitarme <ríe> y tu sabiduría. Y... Me lo he pasado muy bien. <ríe> no, no, no, yo también y espero que los oyentes también se, se lo hayan pasado bien. Y nada,、eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, me podéis encontrar en boluda.com. Yo soy, aparte de muy friki de las aventuras gráficas, pues soy consultor, como comentábamos antes, consultor de marketing online. Y tengo una academia de cursos para emprender. ¿eh? Si queréis montar,、no、sé, pues una aventura gráfica y queréis saber cómo venderla bien y tal, o si queréis montar cualquier negocio, proyecto, e-commerce, lo que sea, echale un vistazo a boluda.com. Y es como un Netflix, pero para emprender, para entendernos. Son cursos, tarifa plana, te apuntas y tienes acceso a todos. Con lo que ahí me podéis encontrar. Y también en mi podcast, ¿eh? de marketing online, que es cada día, de lunes a viernes, 20 minutitos, en el cual a, hablo de técnicas, estrategias y todo lo que hace falta saber para montar un negocio online. Oye, yo tengo una duda con ese podcast. ¿Es verdad que lo grabas a las 7 y 7? Sí. Sí, cierto. Bueno, lo emito a las 7 y 7, lo grabo a las 4 y media,、ah, 5 vale, vale. de la mañana. Yo me, yo me despierto muy pronto, muy pronto, muy pronto. Porque ya me acostumbré de cuando nació mi primer hijo, ¿no? Que me tocaba darle el biberón. Y lo grabo y entonces lo emito. Lo que sí que es cierto es que en verano, la edición de agosto la, grabo, la voy grabando durante julio. Durante julio grabo el episodio del día y uno de agosto. Y así en agosto puedo descansar. Porque si no, al final te vuelves loco. Cada día de lunes a viernes, imagínate. Es una pasada. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Iván. Igualmente, y venga, a jugar todos, porque seáis grandes, pequeños, mayores o más o menos veteranos, estos juegos merecen que los disfrutéis de principio a fin, en solitario y a ser posible con las luces apagadas, que siempre es más cinemático. Una, una maravilla, la verdad es que、eh, no hemos podido hablar de todo, ¿vale? El tiempo era limitado. Bueno, se nos han quedado cositas, pues los índices IQ, ¿no? De, de puntuación del de Fate of Atlantis y alguna cosita más, pero bueno, para dar un repasito, esta ahorita ha, ha ido bastante bien.、Eh, muchísimas gracias, Juan, y esperemos que en otra ocasión pues, te puedas pasar por aquí. Y Antonio, tú has comentado que a lo mejor Micromanía no se portaba bien, bien ¿no? Con, con las aventuras gráficas, con estas vacas sagradas, ¿no? Que, que tenemos hoy en día en un altar. Efectivamente, eso he dicho y tengo que reconocer desde y a punto cero, Hagamos el spoiler que era puro clickbait. Evidentemente, Micromanía, todas estas vacas sagradas las puntuaba por encima del 90. 90, 91, 92, 93. Un 94 que le dio cuando Micromanía empezó a puntuar sobre 100. Eh, no sé exactamente en qué número fue, pero sabes que tanto Micromanía como en ordenadores de 8 bits, pues el Astra Music o Microhobby, todas estas revistas fueron cambiando los sistemas de, de puntuaciones, ¿no? Desde los típicos de barritas de colores en los que se medían diferentes, diferentes factores del juego, que de si la jugada, la originalidad. La... La adicción, eso yo, yo sí que lo recuerdo de la micromanía, ¿no? Efectivamente, sí, sí, eran varias características que teníamos, que teníamos en cuenta, que puntuábamos. Pues cuando utilizábamos barritas de colores, pues era sobre, sobre 10. ¿no? Y las puntuaciones podían ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta, hasta 10.、Eh, y cuando se empezó a, se empezó a puntuar、eh, sobre 100, pues directamente era un único número: n o u 1, 92, 1, 93. Ya lo comentamos, creo que en, el, que en el mes pasado, que en general las revistas españolas nos acostumbraron a puntuaciones infladísimas. Hasta sí, el sí, punto de q u un juego que tenía menos de 90 era una, una castaña, ¿no? Efectivamente, hasta el punto de que los juegos de 80, pues a lo mejor nos planteábamos piratearlos, pero comprarlos.、Ah. O sea, porque no era, no era ese gran juego ¿no? que todos estábamos esperando. Mi, mi planteamiento hoy. Porque cuando, cuando la semana pasada presentamos la sección ¿no? de estos juegos, estas puntuaciones, era、mmm, básicamente sacar a la luz el hecho de que en este mundillo nuestro,、eh, prácticamente cada mes, tenemos el, el gran hito, el gran videojuego que viene a cambiarlo todo. No solo en los videojuegos, pasa también en el cine, pasa también en la televisión, incluso pasa cuando se mezclan. ¿no? ¿Te acuerdas de Vandersnatch? Sí, ese, ese, gran, ese gran hito que, que vino a enseñarle el camino de la iluminación a, a Alex de la Iglesia, o sea, ese, gran, ese gran hito que iba a cambiarlo todo, evidentemente a posteriori es muy fácil acertar. ¿no? a lo que, lo que yo quería comentar contigo, Javi, es que sin contexto pues no tenemos absolutamente nada.、Uh -huh. Yo te voy el... a decir una cosa, Van、eh, der Snatch,、eh, ¿vale? ya lo debatimos ¿no? en el podcast Hermano, Rigor y Criterio. Pero yo te digo que mi hijo se tragó Minecraft, <ríe> la serie que también era, digamos, escogías tú el camino por el que ir. Y mi hija se tragó otra serie de dos pollos, que no me acuerdo cómo se llama, que también tenían que elegir la, las cosas que hacer. Y, y yo qué sé, al final es. Sí, está bien para p r o b a r una sola vez, pero yo, cuando quiero ver una serie, normalmente quiero ver una serie. Y si quiero jugar un juego, quiero jugar un juego y no me acaba de, de cuajar. No, no, bueno, claro, ya yo creo que eso hablamos largo y tendido en rigor y criterio, ¿no? Evidentemente, a lo mejor es que es otro tipo de producto y a lo mejor es que todavía no está, no está maduro. Pero yo me refería al hecho de esa necesidad que parece que tenemos hoy día de que cualquier producto、uh -huh. tenga que ser lo más, o es nada, o sea, o supera todas las expectativas y o cumple todas las expectativas y se convierte en la gran obra. Eh, intachable, incuestionable o directamente, como no cumple algunas expectativas,、eh, es bosta, infecta, no, no, no, no sirve absolutamente de, de nada. Y evidentemente, todo todo depende del contexto. Si yo te digo a ti que me digas cuáles son las tres aventuras gráficas de la época MS2, las clásicas, cuáles son las tres imprescindibles, cuáles me diría. Sé que me quedo muy corto, afortunadamente había más de tres, pero las tuyas. Claro, es que aquí variará de cada uno, ¿no? Y me imagino que habrá algún muy fan de, de Sierra, ¿no? Que, que se va a echar las manos a la cabeza, pero claro, yo he de decir Maniac Mansion, Monkey Island,、eh, Indiana Jones, and The Fate of Atlantis. Y muchísima gente dirá: ¿Que te has dejado el día del tentáculo? Sí, sí, vale.、Eh, hay muchas, es que hay muchas. Para mí son esas tres. Cada uno tiene las suyas. Efectivamente, cada uno tiene las suyas, pero sí estaremos de acuerdo en que si nos vamos a, a los tops. Esos que se hacen año, año tras año.、Eh, en algún momento, creo que no aquí, porque no entra por temática, no en MS2 Club, pero sí en r i g o r y Criterio, te he hablado de una colección que se llama Best of the Best, ¿verdad? Estas colecciones de ROMs、eh, uh -huh. en formato imagen para meter en, un, en una SD y pinchar en una r e r r y p Esta colección, esa, esa agrupación, ¿no? esa, esa selección de juegos, pues se la curran para. Se la ocurran para MS2, o sea, para la Raspberry Pi, para la PS Vita, para PC, en fin, prácticamente para la PlayStation Mini y es la misma selección de juegos, ¿no?、Eh, pues esa selección de juegos que se llama Besos de Bes, la han tratado de hacer siguiendo un criterio objetivo. Y lo que han hecho ha sido coger un montón de revistas con cierto prestigio en el sector, ver los tops, cruzarlos y quedarse con todos aquellos juegos que aparecen en todos los tops. Aún así, ¿qué pasa con una selección como esta? Que tú dirás, ¿pero cómo no está este juego? ¿No? Porque cada cual tiene, tiene lo suyo. s s Pero bueno, es una manera bastante objetiva, haciendo todas las comillas del mundo, de decir, bueno, quizás no estén todos los que son, pero son todos los que están y sí te hacen una idea bastante general de lo que es el, o la máquina o el género en este caso. ¿no? Uh -huh. Entonces sabemos que si cogemos 10 aventuras gráficas, hay títulos que van a estar sí o sí. Además, tenemos、eh, la suerte ¿no? de que muchas de estas aventuras de Lucas también estuvieron en esa máquina hermana, ¿no? la, la amiga. Incluso algunas en el Atari ST. Atari ST, me imagino que, que atarianos hay menos, ¿no? pero amigueros hay bastantes. Con lo cual, realmente fue una época que compartimos bastantes de, esta, de estos juegos ¿no? entre, entre diferentes plataformas. Sí,、Incluso、y aparte, para Mac. efectivamente, y aparte, eran una serie de títulos que, que no, eran, no eran demasiado exigentes a nivel técnico y que. Podían portarse muy, muy dignamente pues, a las tres máquinas que, que h a n mencionado. ¿no? El caso es que me he puesto a mirar esta, estos tops y me he dado cuenta, pues, evidentemente, que está el Día del Tentáculo, que está el Fate of Atlantic, que está la Última Cruzada, que están los Monkey Island, que están los King Quest, que, que están los Larry.、Eh, en fin, hay títulos que son incontestables. <risa> Directamente te pueden gustar o no te pueden gustar, pero incontestables son y ahí están. sí, e sí, una maravilla, a todos. Bueno, pues、eh, me he puesto a mirar la, las puntuaciones, ¿no? Para ver cómo lo puntuamos. He empezado con el Fate of Atlantis. ¿Por qué? Pues porque sabía que precisamente en este programa íbamos, íbamos a hablar de ese juego, ¿no? Hombre. Claro, hay que hacer trampas. Y por eso digo, en el momento que perdemos el contexto, Javi, pues cualquier conclusión que queramos sacar. Va a ir a, orientada a demostrar mi tesis, que para eso soy yo el que la estoy planteando, ¿no? O sea, esto funciona así. A ver, a ver, ¿a q u e le han cascado un 75 al Fate of Atlantis? No, no, no, no ni muchísimo menos.、Ah, vale. Estamos hablando de aventuras todas por. Bueno, iba a decir por encima de los 90. El Fate of Atlantis no. Uy. Si hacemos una media matemática. Porque en estos tiempos,、eh, Microbanía, cuando se. Cuando se puntuó el Indian a n o n t m e n t de Fate of Atlantis, puntuaba por originalidad, adicción, gráfico, sonido, dificultad y otra característica que viene aquí en una barrita amarilla que no soy capaz de, que、no、soy capaz de leer por la calidad del scan, ¿no? Eso te pasa por haber regalado las micromanías. Ya te dije yo que te las tenías que haber quedado tú. Nada, nada. Está, están bien regaladas, Javi. Yo sé que, que allí donde están, están bien cuidadas y seguramente le echen más cuenta que la que, la que le echaba yo pudriéndose y cogiendo humedad en el t r a s e r o Pero vale, bueno, vale. Ten, tenemos todos estos valores y efectivamente, excepto la originalidad,、eh, no, la originalidad no, excepto la dificultad que la, que la puntúan con un, con un 8, todos los demás. Están puntuados con un 9, hablamos sobre 10. Si sacamos una media matemática, este juego estaría aproximadamente en un 8,8 o, o un 88, 8,9 o un 88,89 si puntuamos sobre 100. ¿Estamos de acuerdo en, esta, en este cálculo matemático que te acabo de hacer? Pues sin ver los números, yo a tope contigo. Ya te digo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 características que puntuamos, de las cuales 5 tienen un 9 y una tiene un 8. Vale, pues eso sería un, un 8, mucho, ¿no? e f e c t i v a m e n t e un total alto, un, un, un casi pelín, sobresaliente. Un pelín por debajo del 9 o un 80 y muy alto, 88, 89, si lo convertimos así, ¿no?、Uh -huh. Ese fue el Indiana Jones and the Fate of a t l a n t i s He tenido curiosidad por ver el Indiana Jones previo.、Uh -huh. d a t e cuenta que el Indiana Jones previo, el Indiana Jones y la última cruzada,、eh, fue un caso curioso en España. Ya conocíamos el Mania Mansion. Ya se había jugado incluso una versión de Commodore 64, una amiga, casi quizás más estas versiones que la, de, que la versión de PC. Incluso la de Nintendo, ¿no? Que, que incluso incluso la, la de Nintendo, con toda la historia de su censura y tal, todas estas、eh, se habían conocido, pero todavía no había llegado quizás la versión de PC o no se hizo tan famosa. Digamos que el juego que rompió con la aventura gráfica aquí en España.、Eh, Los oyentes me corregirán si me equivoco. Fue el Indiana Jones y la última cruzada. La película bueno, fue en, un pelotazo. En, en, en prensa, estamos hablando en prensa. En ¿eh? prensa, en prensa, por supuesto.、Eh, también fue el primero que llegó、eh, traducido al castellano. Muy bien traducido.、Eh, en fin, digamos que se le dio su, toda la repercusión en prensa que se tenía que dar a un título de estas características. Aunque pocos,、eh, pocos números antes, en、eh, mm -hmm. la misma micromanía. Se había comentado en una esquinita que también... Existía, existía un juego, un poro, quizás para más intelectuales de Indiana Jones, que no era el arcade que nos vendieron aquí en Portada, ¿te acuerdas? ¿no? Bueno, lo estuvimos hablando con los chicos de Retromania 30. En su programa, en Retromania 30, que nos, nos pusieron la castaña de, de juego de acción y luego, y luego dicen, bueno, también van a sacar una aventura gráfica,、ah, pero esto no es para nosotros, que nosotros estamos con los 8 bits a tope y esto se parece más. Pues efectivamente, este Indiana Jones y la última cruzada. No, un año y medio, quizás un par de años antes, se llevó. En este caso, solo puntuábamos tres características: adicción, gráficos y originalidad.、Eh, en adicción, un 9 sobre 10, en gráficos, un 9 sobre 10, y en originalidad, un 8 sobre, sobre 10. Con lo cual, nos volvemos a quedar,、eh, si yo no hago mal el cálculo, pues en un 86 aproximadamente, 87. Digamos que Efeito、eh, d Atlantis mejoraba un poquito. Mejoraba、materia. un poquito con respecto a la última cruzada. Bueno.、Eh, digo, bueno, vamos a tirar de otra de las vacas de l a sagradas. v c a a s s Y nos vamos al Monkey Island. Al primero, al original. Al de s e c r e t of, of Monkey Island. Al bueno.、Eh, bueno, al bueno. A mí el segundo me encanta, Javier. Sí, sí, pero yo es que el, el primero es, digamos, lo empiezas, lo juegas, lo acabas y, y, y has vivido. Es como una peli, tío.、En、cambio el segundo y ya es un poco más, más complicado. Anda,、ah, anda, anda. anda. Bueno, no va. No cuando quieras nos traemos ese debate, pero ahora hablemos de puntuaciones, ¿vale? Vale, vale. de、eh, Secret o f Monkey Island.、Eh, estamos en la época de Micromanía en la que seguimos puntuando tres características: adición, gráficos y originalidad. Y en este caso tenemos tres n u e v e s A tope, ¿no?、Bien. Hombre,、eh, Creo que no, hay, que no hay discusión posible. Monkey Island, un 9 sobre 10 o un 90 si puntuáramos sobre 100. ¿Te parece bien? Yo, para mí le han puesto 10 puntos de menos, pero oye,、eh, yo qué sé, 9 sobre 10 está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues entonces, me... digamos que estas son las tres vacas sagradas que he querido coger. Siendo justo, tenía que haber cogido algo de, algo de Sierra. Que menos. Bueno. ¿no? a l g ú n Gabriel Knight, a lo mejor, ¿no? Quizás, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy de, <ríe> soy de Lucas. Lo he sido siempre y bueno, los juegos de Sierra, aunque me gustan los Larry, aunque me gusta algún k i c Quest, aunque los he jugado, pero no, no. Lo mío es, lo mío es、eh, <ríe> Lucas. Sí, son muy bonitos, son muy bonitos. sí. La verdad son... es que los juegos de Sierra son muy bonitos. Vale. Uh -huh. El caso es que, digamos que los dos de Indiana Jones estaban en torno al 88-89. ¿Me aceptas esa, ese ajuste? Sí, sí, yo a, a tope con eso. Bueno, entonces vamos a irnos, si te parece, al listado. A partir de la micromanía 60, 62 ya empezaban a puntuar sobre 100, ¿no? Con lo cual nos facilita mucho la, la labor hacerse una pequeña hojita de cálculo, como, como he hecho yo,、uh -huh. ordenarlos por puntuación y irme directamente pues, a los dos, tres títulos, cuatro. Si aumentamos hasta el 87、eh, para ver que, con qué títulos coinciden esta, estas tres vacas sagradas. n o Bueno, estas dos, las de Indiana Jones en este caso. Ajá, venga. Bueno, pues con, con un 87 tenemos los archivos secretos de Sherlock Holmes. Ah, muy bien. Oye, e s también e s t á muy chula. Era muy, muy, muy bonita. Lo que pasa es que. Bueno... Era otro rollo, no No tenía tanto humor n o como las, las de Lucas y Sierra. Eran otro rollo, pero bueno, yo ahí no tengo nada que, que objetar. Ya no... Decirte si te gusta más uno u otro, bueno, creo que es lo que tú acabas de apuntar, Javi. Depende de, de gustos. Sí, sí, sí. Directamente de gustos. Pero bueno, tenemos uno que, que comparte humor, incluso comparte el estilo de los chistes, que sería el Igor. Igor,、no、el objetivo Wikicajonia era? Nunca sabio cómo se pronunciaba. Cucocajonia o algo así. Oye,、uh -huh. pero ¿está, ¿estás leyendo el top desde abajo hasta arriba? Estoy leyendo de abajo arriba, pero no es un top.、Ah, eh. vale. Simplemente me estoy yendo a los títulos que comparten puntuación con la que hemos calculado para el Indiana Jones and t f e i a t e of Atlantis y el Indiana Jones y la Última Cruzada. Vale. O ¿Vale? sea,、pues、¿estos、eh, estarían empatados?、Eh, bueno, el Igor tiene un 88 y yo diría que sí, que está empatado con. c l i m e o r El Igor le podemos aceptar, ¿no? Porque es desarrollo español, ¿vale? Bien. La puntuación, a lo mejor no tendría que ser exactamente la misma que los Indiana Jones, por lo que sea, pero oye, bien, a tope. Bueno, entonces, ¿estás de acuerdo con la puntuación, no? El Igor a ti te, te mola. No, no, la verdad es que no, pero oye, ¿qué, qué vamos a decir? Que, que sí, que a tope, que lo que ellos digan. Venga, tenemos aquí otro título que comparte puntuación con los dos, de Indiana, con los dos juegos de Indiana Jones, ¿vale? Que、Ajá. es el Reg Nebular and the Cosmic Gender Bender. Ostras, este no sé ni cuál es. Efectivamente, ahí quería yo llegar. Desde luego no ha quedado en la, en la historia. Seguramente alguno de nuestros oyentes conozca este juego y le parezca maravilloso. No es mi caso. No, no sé qué juego es y el título ni siquiera me ha hecho buscarlo. ¿no? no he tenido interés. Tenemos otro que comparte puntuación con And The Fate of Atlantis porque ya estamos en un 89%, o sea,、Ajá. en un 89 sobre 100, que sería The Hand of Fate. ¿Cómo? The Hand of Fate. Ostras, pues este tampoco me acaba de sonar. Bueno, pues mira, este, como por una parte tenemos The Fate of Atlantis, Indiana Jones, y por otra parte tenemos The Hand of Fate, dos títulos que para micromanía comparten puntuación. Están más o menos al mismo nivel. Si alguien tiene curiosidad por ver cuál es este juego, lo puede encontrar en la micromanía número 72. Ya superando, superando a los de. a Los de Indiana Jones y alcanzando el nivelazo porque, que tenemos con el Monkey Island, que digamos que es la forma、ah, de puntuar. Dejando el fate es? es el segundo Legend of Kirandia, ¿vale? No, es que por el título independiente no me sonaba, ¿vale? Ah, vale, vale. vale. Bueno, pues entonces no es mal título, ni、no、muchísimo menos, ¿eh?、Uh -huh. Pero bueno, si, sigo pensando que no está por encima de, de los indies. De ninguno de los dos. <risa> Y me temo, y me temo que vas a sacar a l g ú n Simon de Sorcerer por encima de los Indy i también, ¿no? Efectivamente, con un 90 de puntuación tenemos Simon de Sorcerer. ¡Una mierda! Digo, vale, vale, no, micromanía, m u bien. Te voy a、eh, decir. Le tengo, le tengo mucho cariño a, a Horror Soft, a d v e n t u r e Soft, Mike Goodruff. O sea, me encantan todos sus juegos, pero por los cojones, perdón,、eh, que ni de coña, que no. Te voy a, te voy a decir todos los juegos que comparten puntuación con el Monkey Island, ¿vale? Vale, vale, un 90. También es cierto que cuando, cuando puntúas sobre 100,、eh, puedes ajustar un pelín más, ¿no? Ya digo que estamos haciendo un poquito, estamos jugando al sálvame de luz, buscando polémica donde no la hay para tener la excusa de, de charlar un poquito sobre estos títulos, ¿no? Pero, pero tú sabes la, la cantidad de gente indignada, ¿no? Cuando estoy oyendo esta, esta, esta sección, pero, ¿cómo pero o puede ser esto? ¿Cómo puedes decir esto, Antonio? Pues... <risa> pero, pero bueno, esa es la realidad. La, las puntuaciones numéricas que nos dio Micromanía fueron esas, ¿no? Y un 90 sobre 100 o un 9 sobre 10, que es lo que tenía el Monkey Island, lo.、Sí. Tenía también el Space Quest de Sarian Encounter.、Uh -huh. Bueno, yo sé que a ti te gustan mucho los Space Quest, ¿no? No, ni de coña. Ah, no, yo.、Eh, era ir a un pasillo de morir, abrir una cosa d morir, <risa> coger no sé qué y morir. Y al final lo que, lo que hice fue dejarlo. Es que estos juegos, yo, yo sin guía, no, me, me volvía loco, tío. Esto de, de que te mataran todo el rato. Ni que fuera, es que、no、ni que fuera de sierra, ¿no? No, no,、eh, a ver, yo con el Larry sí, porque dices, esto hay que seguir, porque aquí seguro que hay mandanga, ¿no? Aquí se verá algo. Que nunca, nunca se veía nada, pero bueno. Pero yo con los Space Quest, tío, me volvía loco viendo cómo moría Roger Wilco de, de todas las maneras posibles, por el cico, hijo mío. Ah, pues mira, no sé por qué, pero tenía en mente que a ti los Space Quest sí,、eh, sí te molaban. Seguramente sean a, a mi hermano el que le gusta. <risa> Puede ser. Tenemos a Simon the Sorcerer, también con un 90. Veneza Steel、bueno. Sky, también con un 90. Uh -huh. Star Trek, Youngman Rides, también con un 90. Y este es el mejor, Dragon s p a i r e también con un 90. Ya, vale. Bueno, ¿todos, todos igual que el Monkey, ¿no? Todos estos igual que el Monkey, pero ahora vamos a la selección de juegos que está por encima del Monkey. Vale. ¿Vale? Todos estos ya empiezan a superarlo en el 90. Empezamos con un 91, Shadow of the Comet. Shadow of the Comet, bueno, a ver, Hombre, es, vamos un, a ver, titulazo. Po es que un titulazo. v a m o s a ver, poco que objetar. Es un titulazo y para mí el 91 está muy buen puesto.、Uh -huh. O sea, creo que se le pueden poner muy poquitas pegas a ese juego, sobre todo si te mola la ambientación. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Que esté por encima del Monkey? No, que el Monkey debía de haber estado un poquito por encima. <risa> sí, sí, básicamente.、Eh, también te digo que si el Monkey lo hubiera pillado e la época de Micromanía en la que puntuaban sobre 100, hubiera estado un poquito por encima. Pero oye, nos estamos ajustando a la puntuación numérica que se puede consultar en la, en la hemeroteca, en ¿eh? lo que Micromanía publicó. Vale, vale. Con 1.22, ya vamos para arriba. Return to Soak. ¿Eh? Ajá. Eh... Oye, ¿me vas, tener, me vas a tener aquí buscando en Moby Games porque no, no me acuerdo de estos títulos. o y e si yo hubiera hecho bien mi trabajo, Javi, hubiera tenido las fotos y te las hubiera ido pasando. Pero eso hubiera sido hacer bien mi trabajo. Vale, vale, no te preocupes. Con un MTU. e 90... o n un m t o Sork. Ah, vale. Sí. No, no, tu、pues、Sork.、Sí, pero este es. Esto es u n f m v d O b l e O sea, es, perdón. Es uno de estos de, de movies, de action movies, ¿no? De f m v s e llamaban? Sí, creo que sí. Yo es que no lo he jugado nunca, ¿eh? Bueno, eh, me suena del Sork, ¿no? Y ahora estoy viendo las fotos y es, es eso. Es de aquellos que grababan. Eh, Vídeo, ¿no? Y, y se te ponía. Pues bueno, veías el personaje que se movía por encima del escenario y tal. Bueno, algo parecido a lo que teníamos con Death Trap y, y, y tal. Death Trap, Death Trap, no. No, pero era, como, como era aventura gráfica, yo estaba pensando en el Fantasmagoria. Eso, un fantasma g oral. Un fantasma oral, algo de ese estilo. Sí, hubo i e r n va, varios intentos en la época, ¿no? Luego, fíjate qué curioso, el Shadow of the Comet, ya la versión d i s q u e t e no la versión CD, tiene un 92. Se ve que el paso al CD le sentó mal y unos cuantos <risa> números después en、eh, m i c r o m a n í a le bajó la puntuación. Porque la le primera, gustó el doblaje. La primera versión que te he dicho, la versión que se llevó un 91, esa fue en CD-ROM. En d i s q u e t e un 92, el Shadow of the Comet. Aquí tenemos otro título que es、the、Three Schools of the Toltecs. No sé si lo has jugado. No, no, este, pero al menos me suena. Bueno, este es un juego español. De, de hecho, hay una, uno, de, uno de estos libritos que sacaba, que sacaba Micromanía, recopilatorios. No sé si lo recuerdas, que eran recopilatorios por género: las aventuras,、uh -huh. los arcades, los, simula los de simulación. Pues este Three Schools of the Toltecs lo presentaba Micromanía como el futuro de las aventuras gráficas. Es decir, no, las aventuras gráficas no terminan con los clásicos, sino que van a seguir sacando nuevos títulos. Esto era un título español,、eh, la verdad es que gráficamente una pasada, muy divertido y de hecho se ha hecho un remake hace poco y está en Steam. O sea que, bueno, es un 92 y creo que, creo que merecido, ¿eh? Vale, vale. Pero bueno, mejor que el Monkey, no te sé decir, quizás para el que su primera aventura gráfica fuera el Fiesco Love de Toltecs,、eh, sea in, indudablemente mejor que el Monkey, ¿eh? que aquí ya sabemos que el que pega primero pega más fuerte, y eso en el corazoncito de cada cual es así. No, a ver,、eh, básicamente, el Monkey Island para mí es fetiche, y eso que la primera aventura gráfica que jugué fue Maniac Mansion. Pero, pero es que el Monkey Island me encantó. Y simplemente, pues,、eh, hay gente que luego la coloca por debajo de, de muchos otros juegos. No pasa nada, oye, es lo que dices tú. Cada uno pues, tiene sus favoritos. Y esto es un poco como las películas, ¿no? Hay veces que también te cansas ¿no? de una peli y prefieres otra nueva o lo que sea. Y van cambiando los gustos. Y no pasa nada. Y no pasa nada, efectivamente. Debe, debe ser así. O sea, que a lo que yo quería llegar también, Javi, es que no hay nada que sea incontestable. Absolutamente nada. O sea, hay títulos que son clásicos y que su calidad está ahí, no se puede discutir. Ahora, vamos a, poner a, a ponernos a discutir si es mejor o peor. No tiene ningún sentido, salvo el de rellenar una sección de un podcast de MS2 que hacen dos colegas porque b、bueno, u es n o porque e su hobby. ¿Te parece bien? Bien, bien. <ríe> Seguimos. Pues tenemos un 92 para Les Man, Manly, In, Lost, In, L.A. No, no, este t a m b i n u n c a me ha gustado. No, ni, ni, ni de coño, no. No. Pues ese tenía、no. un, un 92. Tenemos un Larry en la lista con un 92, pero es el Larry 6.、Mm. Bueno, oye, que no es mal juego, pero creo que había otros Larry s que merecen estar bastante por encima. Y aunque no he buscado las puntuaciones, estoy seguro que si nos vamos a buscar ya los remakes de Larry, o sea, ya las versiones en 256 colores estaban en torno al 90, pero no a este 92. ¿eh? Vale, Return of the Phantom con un 93. También una de estas aventuras muy, muy, muy, muy, muy, muy densas, muy cargadas en CD-ROM. Bueno, no, no creo que sea que merezca esta puntuación ni creo que sea maravillosa, pero bueno, no tuvo malas puntuaciones en la época, no solo en Micromanía. ¿eh? Y、sí. ahora, aquí sí, llegamos a uno que quería comentar contigo: con un 1.93 el Dark Seed. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! Esta es la versión、bueno. CD-ROM, ¿eh? no sé por dónde, haría, por dónde iría la, la versión d i s q u e t e Viendo lo que han hecho con, con, con el que te comentaba antes, con Simon the Sorcerer, es muy posible que la versión en Disney incluso tuviera un puntito más. ¿eh? A ver, hay que decir que Darkseid, con la ambientación de, de Giger, ¿vale? esa ambientación tan adulta, ¿no? de, tan de, de serie B, de hecho, a día de hoy, seguramente, si fuese una película,、pues、sería una película de, de culto. O sea, solo, solo la ambientación que tiene es genial. Lo que pasa es que a nivel jugable, pues digamos que no es el mejor juego que te puedes echar a la cara. No, de hecho, a nivel jugable es bastante, bastante, bastante mediocre. O sea, si nos vamos a las puntuaciones, vamos a quedarnos con las puntuaciones que se llevó el Monkey Island, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacer,、uh -huh. un, vamos a hacer un experimento. El Monkey Island, adicción, un 9. ¿Qué le pondrías tú al Dark s e e d Un 5. Gráficos, el Monkey Island, un 9. Hombre, a ver, en gráficos sí, en gráficos yo creo que el 9 lo tiene seguro. Vale. ¿Y en originalidad? Ostras, ahí me matas,、eh, porque realmente no hay un juego como d a r k s e e d Lo que pasa es que tampoco había un juego con m Guy Island hasta que hubo、no. Guy Island. <risa> Está la, la, la, el duelo de insultos, o sea, es que. ¿Le, damos, ¿le damos el 9 entonces también? Le d a m o s el 9. Venga, pues 9 y 9, 18. Y 5, 23. Entre 3. 7 y pico, casi 8. Vale. Pues se lleva un 94. Bueno, un, perdón, un 93. Me parece un poquito excesivo. ¿Y sabes cuál es el único que tiene un 94 en, en el listado? ¿eh? Seguramente es posible que haya alguno más de,、eh, en toda la historia de micromanía que incluso supere esta puntuación. Pero el único que yo he encontrado que llega al 94. A ver, adelante. El día del tentáculo. Bueno, bien. Pues, para mucha gente, para muchísima gente, es la mejor aventura gráfica de, de, de todos los tiempos. O sea, se puede, y para mucha gente de todos los tiempos, ¿se puede discutir este 94? No. no, no Desde no. mi punto de vista, no. Se puede debatir, se puede charlar sobre ello, se pueden hablar de pros y contras, pero joder, si es que se podía jugar hasta Almania e Mansion. Jejeje. <risa> O sea, es, o sea, es absurdo. Yo, yo he escuchado muchas veces el argumento de que, es que el s que e m a n i a s Mansion es mejor que el Día del Tentáculo. Es imposible, por, por, por pura concepción. Es que el m a n i a s Mansion también está en el Día del Tentáculo. O sea, no, no se puede, no se puede discutir. Bueno,、eh, a ver, es lo que decías antes. A gente que juega primero a un juego le coge cariño. ¿no? Y, y pues eso, es, tienes un factor sentimental que, por mucho que intentes aportar datos, pues no se puede borrar. Ese factor sentimental está ahí, punto. No. Si no, no estaríamos haciendo un podcast de MS2. Bueno, y, y además, q u ese e factor sentimental es que no se puede obviar.、Eh, no, no es que no se pueda, es que yo creo que no se debe obviar. Al fin y al cabo, estamos hablando de experiencias vitales. Oye, a lo mejor no tan intensas como tener un hijo o casarte. Pero bueno, una peli que ves, una serie que, que ves, una canción que escuchas, un juego que juegas,、pues、son experiencias vitales y según el momento en el que te p i l l e n te pueden marcar más o menos, te pueden dejar más o menos, o menos rastro. Pero bueno, como hoy íbamos a hablar de aventura, de aventura gráfica, como creo que no hay un género que sea más de PC o más de MS2 que la aventura gráfica, pues me parecía curioso traerte esta, esta selección de, de títulos. Pues muy bien, hombre. Así, digamos, ponemos en contexto ¿no? las aventuras gráficas. Además, salen unos cuantos títulos. ¿no? Pues siempre, si no sabes qué hacer este verano i t y alguna de estas raras que, que has comentado、pues、no, no te suena, pues siempre puedes echarle un tiento ¿no? este verano.、Mm -hmm. y, bueno, y, que, y que nos pasen, por supuesto, su, su puntuación. n o Por supuesto, n o、eh, si tenéis digamos, una lista, ¿no? un top, pues vosotros mismos nos l o hacéis llegar y nosotros pues,、eh, lo leeremos. Y según la cantidad de, de, de, de gente, pues podemos hacer, digamos, una minisección. Pues sí, ¿por qué no? Prepárate para un super verano con Happy. Cuando lo chupas, Happy cambia de sabor, Happy cambia de color. Happy, el super verano de h a p p y Muy bien, estas puntuaciones, ¿no? Eh, vistas veintipico,、eh, o treinta años después. Seguramente la gente de Micromanía hoy se echa las manos a la cabeza de muchas cosas que escribieron. Pero bueno, seguimos con Twitter, porque pusimos un tweet que básicamente decía: Ahora que estamos en pleno verano, ¿cuál sería el juego de MS2 ideal para jugar? En verano, decid el vuestro. Nosotros empezamos con California Games, ¿vale? No sé si te acuerdas del California Games, esos minijuegos. Hombre, ¿cómo, cómo olvidarlo? ¿Cómo, ¿Cómo se perdió ese género, subgénero? No sé, cómo, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo se perdió, eh? Bueno, la gente p、pues, u empezó s e a comprar juegos con más profundidad, n o yo creo. Y realmente tampoco se se han perdido, yo creo que se han especializado, ¿no? Bueno, han quedado casi para dispositivos móviles, ¿no? Y cositas cosita así, pero yo recuerdo que en la época hubo una auténtica avalancha. No sé si te acuerdas, pero las cosas más bizarras, uno se llamaba Bobo, no sé si te acuerdas. Ostras, pues ahora mismo no. Que era un personaje, que aparte creo que eres un personaje de cómic francés. Y el bobo este era un, un preso que estaba en una cárcel. a mí、mismo. el bobo me suena el malo de Doble Dragon, pero no sé. No, no, n Si no, no, tiene no. algo、sí. que ver. Nada, nada que ver. Este era un preso en una cárcel. Y los minijuegos eran de pelar patatas.、Eh, <risa> cosas, cosas así, muy, muy, muy extrañas, ¿no? Pero ya digo. Pues t u v i e s e haciendo la, la mili en España. Eh. Eh. Sí, algo, algo así. Que hubo i e r jueguecitos de ese estilo. Y a mí me molaban, ¿eh? Porque al fin al cabo no, estaban sí, sí, el norte y sur, que también se jugó bastante. Que realmente era un juego de estrategia, pero que eran minijuegos. Sí, pero, pero el, norte, el norte y sur estaba muy bien construido, ¿no? O sea,、sí. en el sentido de que tienes una base que es un juego de estrategia y sobre eso, pues intercalas una serie de, de minijuegos, además muy chulos. O por lo menos los recuerdo, lo recuerdo así: hace muchísimo que no juego al norte y sur. La última vez, en un... ¿puede ser que se publicara un remake o algo así para la Xbox 360? Ostras, yo la última vez que jugué fue la versión de Amstrad para un podcast que hicimos en otro canal y, y ya no he jugado más, la verdad. Nah, en cualquier caso, un juego muy, muy divertido. Con una versión demasiado、sí. bastante chula, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Pues bueno, aquí Conde de Gondomar nos responde: Doom, siempre, ¿vale? Aquí, categórico. Pero luego se retrata y dice: Bueno, alternativamente Rise of the Triad, pues también, el Darward. k Y otro que el Micro Machines también podría ser. O sea, Doom siempre, pero luego, por si acaso, Rise of the Triad y Micro Machines.、Eh, hay que ver, Rise of the Triad, que siempre se menciona, los que, no, los que nos movemos en este mundillo, Javi, siempre、sí. hay algunos títulos que decimos poca gente la, lo recuerda. q u é leche, lo recuerda casi todo el mundo. O sea, sacas un tuit con una portada del Rise of the Triad y hay muchísima gente que le pegó a ese juego, que le moló muchísimo. Víctor mismo、eh, le encanta ese juego. Y Víctor, nuestro oyente, tanto de este podcast como de Rigor y Criterio, hemos hablado con una familia de Víctor. No sé quién debe ser Víctor, vale, Víctor c e r v e t o Ajá, y, y la verdad es que es un, es un titulazo, es muy, muy, muy divertido, con unos detallazos gores que molaban muchísimo. Título veraniego, supongo que este oyente lo relaciona con. p El r de、no、deberes i o o vacaciones no muchos d de s que tenía a t y、tal. el Micro Machines, incontestable, por supuesto. O sea, yo recuerdo esa, esas carreras con mi hermano. Creo que la versión, precisamente la versión de MS2, fue al que primero empezamos a pegarle. Luego también jugamos a la de Super Nintendo. Pero la, de, la versión de MS2, rapidísima, divertidísima. Ya no sé si era el 1 o el 2, que también tenía carreras de lanchas. Y la verdad es que, hasta por ambientación, quedó una cosa muy, muy veraniega, Sí, sí. sí. Luego el arcadio nos comenta colonization, bueno, colonization para pasar esas largas noches de verano. La verdad es que sí, larguito era.、Uh -huh. Crackle c r o pues yo me voy a echar una partidita al Time Commando. La verdad es que no me suena a l Time Commando, pero hay bastante gente que dice que, que sí, que e s muy chulo. Time Commando,、eh, pues fíjate、Time、que、comando. revisando micromanías、eh, para buscar precisamente p u n t u a c i o n e s de las aventuras gráficas. Sí. Me ha llamado la... Creo que estamos hablando del mismo juego. ¿eh? Me ha llamado la atención de que en la tercera época de Micromanía, una época que yo ya tengo muy poco, muy poco vista,、eh, durante un montón de números consecutivos se hablaba de. Diría que es este Time Comando, ¿eh? no quiero meter la pata. Durante... Es un título como en 3D, así bastante primigenia. Sí, sí, sí, sí, te, te diría que es este. ¿eh? Y me lo he encontrado durante un montón de números consecutivos y me lo he apuntado aquí en la libretita a decir: esto tengo yo que enterarme qué es. Y te, y te juro que no tenía ni idea que lo, que venía de, que lo habían mencionado en un tuit, ¿eh? pero ya tengo curiosidad, habrá que echar un tiento. Pues sí, sí, habrá que mirarlo.、Eh, Pat Chuli nos dice, por supuesto que a este, ¿no? y nos pone The Games Winter Challenge. ¿no? Este sí que es fresquito, ¿no? aquí en la nieve, aquí sí que、no、te puede refrescar que, bastante. Si lo que quieres es resolver el tema del calor, que, que mejor. Ya ves. Víctor c e r v e t o precisamente, nos precisamente. dice. Precisamente. Uno que me recuerda mucho al verano es Blood 2, porque lo compré en junio de, del 2000. Yo voy a, voy a soltar una, una aberración que seguramente me cueste odio y cancelaciones varias, Javi. Ad, a, adelante. A mí los Blood, ni el 1 ni el 2. A,、no、a lo mejor los pillé tarde. A lo mejor ya me pillaron fuera de época. A lo mejor yo ya estaba a otras cosas. n o、no、fíjate... pasa. n、eh, Antonio, d a a nadie es perfecto. <risa> a ti sí te mola, ¿no? Hombre. Vale, vale. Entonces sí, reconozco que soy un tío raro. No te preocupes. Miguel de la Torre nos dice: las aventuras gráficas eran muy veraniegas, o para mí siempre lo fueron, aunque veraniego fue también para mí el X-Wing. Hombre, pues sí, la verdad es que abres la ventanilla del X-Wing, ¿no? Y más fresco que en el espacio no hay en ningún sitio. Bueno, yo creo que para mí el X-Wing es que es. El... Bueno, en fin. Es que no es veraniego, es que es atemporal.、Eh, aprovecho, podemos hacer spam, ¿no, Javi? Sí, dime, dime. Bueno, pues aprovecho y que la gente busque unos artículos por ahí que se llaman Las aventuras de una nave. ¿Cómo es? De una unidad de R2 en un X-Wing suicida o en una nave suicida. Que son tres artículos consecutivos de, de mi hermano, de Maese Threes Dude.、Eh, aquí no lo,、no、lo escucharán nuestros oyentes, pero en rigor y criterio sí. Eh, bueno, los artículos están en rigoricriterio.es. Efectivamente, que le, echen, que le echen un vistacillo a esos artículos porque son muy... A mí me pone como a caer de un burro, ¿no? Pero los artículos son divertidos. <risa> bueno, perfecto.、Eh, luego tenemos a p o l o n i u s que más gente nos lo dirá, pero el Kings of the Beach, ¿vale? Que es un juego de v o l e b o l l y playa.、Eh, Cabeza Freeman nos dice que precisamente en su podcast、eh, hablan de California Games. No, pues adelante, ¿no? Tenéis en, en e b o x veo aquí. Radicacho nos dice: el Olympic Games 92, ya que este año no hay juegos. <ríe> ese fue el, el desarrollado en, en España, ¿no? El, sí, Opera, ¿no? El de Opera. ¿No fue Opera Sports o, o ese título que se sacaron de la, de la manga? O sea, esa nueva compañía o nueva cabecera que se, que se inventaron para títulos deportivos, creo que era Opera Sports. El de los juegos de bicis. Eh, bueno, es una caro.、Eh, no, pero el, el Perico Delgado, por ejemplo, no apareció como Opera Sports. El, ah, vale, vale.、Eh, el siguiente sí. Bueno, Antonio j o p u p e r d ó nos n dice l Laser、eh, Larry, ¿vale? El Laser s w e e t Larry. La verdad es que sí, es veraniego, ¿no? Eh... Hombre, eh, veraniego, fresquito, aunque huele un poquito a cerrado. Huela e rancio, sí, pero... <risa> pero. Pero hay un jacuzzi,、bueno, sí. siempre te puedes echar ahí al jacuzzi un rato. Pero siempre se puede considerar fresquito, sí. De Rookie 80 nos dice c a r m a g e d o n Bueno, yo qué sé,、bueno. para atropellar, para atropellar gente. Bueno. Claro, es que. ¿Qué pedíamos, Javi? Títulos que relacionemos con el verano, ¿no? Y, como, y ahí cabe todo. O sea, cada cual según su historia personal y según cuando lo, te, lo conociera o lo jugara. Distintos es e que pidamos títulos de ambientación veraniega. Sí, la verdad es que, que sí. Yo, la verdad, esperaba títulos de ambientación veraniega, pero、eh, entra todo. O sea, el recuerdo que tú tengas de un juego que jugaste en verano, pues claro, también, también entraría. Bueno, Marco A. Pérez nos dice Windsurf Willy, ¿vale? Es todo veraniego Esto total.、Sí. Nos, Esto bien, nos aquí, la portada... aquí no se pone pega. Claro. Nos pone la portada de Silmarils, que estos estaban muy locos, estos franceses. Retro MS2 también nos dice Kings of the Beach, ¿vale? Otra vez. Oscar Perles nos dice a toda velocidad Grand Prix, ¿vale? El de Fórmula 1 de、mm -hmm. Micropros. e Y. J. <ríe> bueno, Shocodrop nos dice el X-Com, Terror from the Deep, ¿vale? Esa segunda parte de, de l u f o que era pasado por agua, la verdad es que sí, muy, muy fresquita. m a s k u b i t s también, Kings of the Beach. Wolfenprey, el amigo Tony,、eh, nos dice que Doom, claro, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir? <risa>、eh, aquí tenemos Durowick, que nos dice el p i r a t e ¿vale? De Micropros, la verdad es que sí, muy, muy refrescante también. Juan, no es por presumir, el Doom 2. Jorgito, el Prehistoric. Hombre, el Prehistoric, vas fresquito, vas con un taparrabo solo, o sea, bien. y aparte, es un juego <risa> divertido, hombre. Ya ves. Ersuave nos dice el Lemmings. Qué poco sale el Lemmings en este programa, la verdad. Bueno, tampoco. Démosle tiempo, ¿no, Javi? Que el Lemmings saldrá seguro. <ríe> Hombre, ya ves si va a salir. Oscar Oa nos dice que, que disfrutó mucho del California Games y que le encantó también el Winter Games. Y h e n d o el neo retrogamer. Uy, madre mía. Yendo, el neo retrogamer, nos dice que el Outrun, a tope con Outrun, creo que sí, muy veraniego también. Con esas playas, ¿no? con, ese, con ese coche Ferrari, con esa rubia, muy, muy todo muy, muy veraniego total. Con ese viento moviéndote la melena, ay, al esa, que la tenga. Esas... <risa> Eso te recuerda a tu juventud. No, ya, ya te digo. Esas hostias que te pegabas con el coche y luego se levantaba. Las vueltas de、ojos. campana, te levantabas sin problema, enderezabas el coche y ya la vamos otra vez a ello. Como si fuese el coche del s k y s t r i n m todo muy bien. <risa> pues nada, estos eran los juegos que nos habéis recomendado a vosotros para el verano, ¿no? Esos juegos veraniegos. Y, y ya está, estos eran todos los saludos, ¿no? Con juegos veraniegos que nos han hecho desde Twitter. Y Antonio, por último. Tengo un saludo que viene desde los años 90, un saludo que viene directo desde un calabozo muy, muy oscuro, ¿vale? Un calabozo muy profundo. Y yo no sé si tu nombre y el de este señor tienen algo en común, tu nick, perdón, y el de este señor tienen algo en común, ¿vale? Porque tú te llamas Antonio Lozano, ¿vale? Pero tienes el nick del Logarán. Y ahora nos va a saludar un señor que se hacía llamar Ferergón. Explícanos, ¿por qué te pusiste el Logarán de Nick? Pues precisamente por culpa de este, de este señor. <risa> precisamente por culpa de este señor. Yo era un fiel seguidor de, de la sección maníacos del calabozo, cuando ni siquiera tenía un PC. Yo tenía una libretita en la que iba, en la que iba apuntando、pues、todos, los, todos los juegos que algún día. Tendría que, tendría que jugar. Y básicamente todos esa, esos juegos salían de la sección de m a n í a c o s del Calabozo. A mí me encantaba el concepto de, del juego de rol para, para ordenador. ¿no? Eh, yo luego tuve la suerte de pues, tener mi grupo de colegas con los que pude jugar al rol en mesa. Siempre me gustaba el estilo, evidentemente.、Eh, tú sabes que yo sigo el perfil, ¿no? punto por punto, e l estereotipo de, del friki aficionado al retro. ¿no? Te gusta el rol,、Ajá. te gusta el señor de los anillos, te gusta. Y, y yo era un fiebre de esta, de esta sección. Leía todas las micromanías, de hecho, tenía, pues, si no la segunda temporada completa, pues prácticamente faltarían quizás dos o tres números. Investigando,、eh, bueno, investigando, leyendo reseñas de juegos y tal, en, me encontré p、pues, un e s u señor que firmaba alguno, algunas reseñas, que también aparecía en el staff, en el principio de la revista, era Fernando Herrera González. Y para mí fue un descubrimiento de Ferergón, Fernando Herrera González. Y yo, coño, me sentí como Sherlock Holmes, ¿sabes? Un Sherlock Holmes de baratillo, marca hacendado. Pero para mí, descubrir que este señor se había puesto el nick、eh, usando el primer, la primera sílaba de, de, su, de su nombre, su de su nombre y dos apellidos. Y ya por aquel entonces había que empezar a plantearse el hecho de tener un nick para abrirte una dirección de correo. Te estoy hablando de los comienzos de. De internet como algo habitual, ¿no?、Ajá. Pues efectivamente yo cogí Lozano García Antonio, mi nombre es Antonio Lozano García, Logarán. Y así me, así me quedé. Así se lo expliqué precisamente a Feregón en una carta que no le llegué a mandar. ¡Ostras! ¡No <risa> una me carta, fastidies! Sí, sí, sí, una carta que, sabes, que es magnífica. ¿La tienes aún? La tengo, la tengo, pero fíjate la de vueltas que, que da la vida. Bueno, tú sabes que yo regalé, como ya mencionabas antes, yo regalé prácticamente todas las micromanías que tenía. Bueno, no me fastidies no. que la micromanía estaba, o sea, que la carta estaba en una micromanía. No, no, no, que va para nada. Yo regalé todas las toda la micromanías. Bueno, se las regalé a Ignacio Zarrán de, de fase bonus. Le envié、sí. todas las micromanías, las microhobby, en fin, una colección bastante grande que yo tenía de revistas clásicas,、eh, porque efectivamente estaban en el trastero. Y Iban a acabar, pues, estropeadas、Bien、por la humedad, comidas <ríe> por los ratones, porque tú sabes que yo no soy muy amigo de. De lo físico. De, de lo físico. no, no, no.、Yo、Eres vez... muy espiritual. Bueno, digamos, digamos que a, a pesar de haber sido coleccionista de libros, películas, revistas, de videojuegos, nunca, fíjate.、Eh, pues llegó un momento en el que dije, mira, hay que quitarse peso de encima. Porque al final. Hay y que acabo, abrazar el minimalismo de Metroarch. Hice un maricondo y precisamente por aquel entonces Ignacio comentaba que. Que había, no sé si había perdido en una serie de microhobbies en una de las mudanzas o que se le en fin. Comentaba con pena que echaba de menos esa colección de microhobbies y, y que él tenía. Así que preparé dos cajas, treinta y tantos kilos, te estoy hablando, ¿eh, Javi, de, de cajas de, de puro papel y, y se los mandé a, se los mandé a Ignacio. Eh, él revisó todas las revistas, las, re, las, las arregló, ¿no? Porque me envió incluso fotos de las portadas, algunas estaban despegadas, las arregló. O sea, la, por eso digo que en buen sitio están, porque esas revistas están, están cuidadas, ¿no? Y、Ajá. entre las páginas de una de esas revistas, pues había un folio, una carta que yo le escribía que yo le e yo s c r i b í a a Ferergón, pero que nunca la llegué a enviar. s e la escribí a máquina, o sea, a máquina de estas máquinas de raca, raca, raca, clic, clic, clic, clic, taca. Te voy a, te voy a, hacer, a confesar un secreto. Que te vas a reír de mí. í Pero he comprado una cinta de, de, de la de máquina de escribir, una cinta,、ah. tílica, cinta de tinta, porque recientemente he recuperado mi máquina de escribir de casa de mi madre y la tengo aquí. Todavía no la he puesto, pero. Y, y por eso te digo que te vas a reír de mí, ¿no? Porque yo abrazo todo lo, lo físico y tú te, te, te deshaces de ello. Y precisamente、eh, tengo ganas de, de estrenarla otra vez. Pues sí, pues el contacto a ver esa carta volvió a mí, ¿eh? ¿Dónde e s t ú t i e n e s la carta? Sí, porque ya digo, cuando Ignacio la, la encontró, en el... Revista sí, pero cómics no, y tenía por su casa dos o tres cómics, entre los cuales se incluía una broma, broma asesina, que sabía que era un cómic que me gustaba mucho, así que Ignacio, digamos que me envió también una, una serie de cómics, me lo regaló y me, y me envió la carta de, de vuelta.、Eh, la llegó pues... en su día a publicar, incluso creo que en fase bonus y tal, escaneada, después de pedirme permiso y tal, ¿no? O sea que, sí, sí, yo digo, la relación que tengo con este señor,、eh, a distancia, con Ferergón,、pues, para mí resulta entrañable, ¿no? Al fin y al cabo es el culpable de que yo en estos mundillos de Internet me l l a m e Logarán. Pues oye, nada,、eh, vamos a escuchar el saludo de, de Ferergón, de Fernando. Adelante, saludo. Fernando, yo tengo una pregunta que hacerte: ¿cuál que es, s、eh, es tu juego de rol o no de rol de MS2 favorito de todos los tiempos? ¿De MS2. De MS2,、ah, de MS2. Eh, barra amiga. Vale. <risa> Joder, macho, y así a bote pronto.、Eh, um... El Shadowlands. Shadowlands. Sí, yo creo que ese juego me, me resultó fascinante. Eh, me pareció súper original. Me lo pasé bomba jugando con él. Me pareció mágico. Mágico. Un juego muy bueno. Muy bueno. Shadowlands era, digamos, así como si me hubieras preguntado por toda la historia, pues、si、hubiéramos estado hablando de Lavalon y el Dragon Torque, que eran、uh -huh. Spectrum. El Shadowlands es con, con otro jueguecillo por ahí relativamente poco conocido que se llamó p i r a c u r s Es como. El paradigma, el de la libertad, de las cosas que pueden hacer los personajes, incluso la especialización, cómo se tenían que resolver los enigmas, ubicando estratégicamente a los personajes y tal. Ese juego para mí me pareció maestro, magistral. Su segunda parte no, no fue capaz de mantener el estilo. Su, lo conocéis en Shadowlands, ¿os suena, no? Sí, este que tiene la iluminación. Sí. Y... Exactamente, sí, sí, sí. sí que l l e v a cuatro、sí. personajes, que lo v a intercambiando、sí. y colocando y tal.、Sí. Correcto, me pareció magnífico. Me pareció muy bueno, muy bueno. Ese vale, pues、mi, ya, ese. ya tengo deberes para, para cuando te invite a. h o r a se、sí. lo va a pasar. <risa> Ahora, bueno, bueno, ojo, que tengo una pila de, de juegos ahí por pasar del tocón, a,、si, a ver si lo meto en cola. <risa> si me pongo、iría? a buscar por aquí, incluiré, encontraré los mapas con las palancas, las luces y todo lo que había que hacer. Bueno, bueno、si、lo s i e n g o Eso lo tengo publicado. Se, publi... se lo publiqué, Micro m a n i a Ah,、vale. salió la solución. Salió, eh. Eh. Sí, sí, sí. sí es Está Micro m a n i a la solución. Además, en un momento dado, las pantallas también. Las mando yo. O sea, habéis hablado vosotros de las pantallas y, aunque no、sí. siempre era así, en un momento allá me dijeron que, claro, llegaba a sitios que ellos no llegaban. Y、claro, ellos p no e n a hacer panda, a c r l No por nada, sino porque ellos querían hacer fotos de, para ilustrar el juego, no querían ponerse a jugar a juego. Entonces, claro, me e s t o cuando era, ¿eh? sale, ¿no? Tienes que jugar 45 horas y entonces. <risa> claro, entonces, exactamente. Entonces ya me dijeron, oye, me mandan unas pantallas de los sitios. Entonces yo iba capturando pantallas y pantallas y pantallas para luego quedarme con las que me parecían más chulas y mandárselas también. Por lo tanto, en un momento dado, las pantallas que acompañan al videojuego. Son también. también las e l i g í a yo. v ¿eh? a Muy o s m bien. <risa> pues, mira, e s a es la p r u e b a que tenemos en el podcast de, de Sky: que intentamos pasaros el juego antes de hacerlo. <risa> <risa> bueno, es un poco de trampa y os voy a explicar realmente lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que nosotros tenemos este podcast, MS2 Club Podcast, ¿vale?、Eh, pero tenemos más podcasts. Nosotros en, en un grupo que se llama La Chus, que lo podéis encontrar en i、e、v o x o en nuestra página r i g o r y c r i t e r i o e s pues tenemos allí bastantes más podcasts, además de este. Y en uno de ellos,、eh, nuestro compañero David Skywalker, que es un developer, este chaval、eh, pues、también es muy fan de los juegos de rol clásicos, el Inatrek. Y decidieron un día sacar un podcast que se llama Enmazmorrados y que básicamente se trata de coger un, un juego de rol clásico, jugarlo, hablar de él. Y, y bueno, de momento tienen un invitado que es Tony, Tony Wolfen, que este señor p、pues, u era de, de jugar FPS y tal, pero no era de jugar juegos de rol. Y lo tienen como experimento, ¿no? Si le gusta a él, pues es que el juego todavía mola, y si no, es que, digamos, la nostalgia、eh, les ciega. Y este es el experimento que hacen. Y vamos a poder escuchar una entrevista con Ferergón en e s t e n Mazmorrados número 2, ¿vale? Que no sé cuándo va a salir, pero que. e s t a d atentos al canal, que seguro que sale. Pues nada, oye, Antonio, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacerle llegar esta carta a Fernando, ¿no? Porque yo creo que se le van a saltar las lágrimas. Pues mira, no, no me parece mal. A ver si la, la busco. Bueno, ya, ya sabes que está. Donde, como mismo me llego de vuelta, metida en, el, en la broma asesina. Está bien acompañada de, del j o k e r y de Batman. Y bueno, no tengo ningún inconveniente en escanearla y enviársela, por supuesto. Tú me la pasas y, y se la hacemos llegar. A ver q u e nos、mm -hmm. contesta. <risa> bueno, acabamos la sección de juegos y vamos con el servicio técnico. El servicio técnico. A ver, Antonio, traes un programa que se llama p c m Yo solo lo he probado una vez. A mí, así en pocas palabras, me recuerda a un VirtualBox en el que tú te haces. Tu propia máquina, ¿vale? Que tú coges una, una ROM ¿no? de una máquina antigua y más o menos te la haces custom, ¿no? Te haces una, una máquina, pero explícanoslo tú bien, porque yo lo he tratado con poca profundidad、esto. Pues es、eh, que creo que has explicado todo lo que hay que explicar, Javi.、Claro, venga, pasamos a la siguiente sección. Adelante. <risa> no. Venga, no, no me n c a n o e no, explícanos <risa> un poco mejor. Vamos a ver, de,、eh, ¿cómo hemos llegado al.? Evidentemente el PC y uno de sus forks, que se llama X. X no, se llama 86Box. No deja de ser un fork de PCM. Ya sabemos cómo funciona esto del software libre, lo hemos comentado en alguna que otra en alguna que alguna ocasión. t r a o Siempre hay algún desarrollador que está colaborando en el proyecto o algún grupo de desarrolladores que no están totalmente de acuerdo、eh, en las líneas generales de por dónde va el, un proyecto y directamente lo f o r q u e a n y hacen su propio proyecto. ¿no? Básicamente estamos hablando de dos proyectos muy, muy similares, aunque se dice que el 86Box. Tiene un poquito más de rendimiento en algunos, en algunos títulos.、Eh, por contra, pues gráficamente y las utilidades de configuración y tal son, son bastante peores. En fin, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Hoy, si te parece, nos centramos en el PC y,、ah, sí, sí, claro. y explicamos el por qué hemos llegado a este, a este programa. ¿no? Yo he recomendado 50.000 veces que para jugar juegos clásicos de MS2. Lo mejor es no complicarse la vida, nada, cero. Salvo que a ti lo que te guste sea cacharrear, en cuyo caso complícate la vida todo lo que quieras, ¿no? Nos llegó una, una duda por Twitter, creo recordar, que de un chico que nos decía que quería jugar al Tyrion, ¿puede ser? Al Tyrion 2000, pero que le salía un error por el 5 o algo así.、Sí. Efectivamente, y que no podía ejecutarlo.、Eh, bueno, yo iba caminando, me mandaste el tuit de Toma para la sección. Y、rápidamente te envié de vuelta el enlace a la página de archive.org donde está el t i e r a n d 2000. Porque si quiere jugar, claro, puede jugar directamente. Exactamente, porque si q u i e r e jugar, p u e d e jugar directamente en archive.org. No merece la pena marearse. l、eh... voy a decir una cosa. Él comentó que tenía un Pentium 2.、Eh, Efectivamente. ¿vale? Y, y yo tengo aquí precisamente un portátil Pentium 2. Y me lo voy a poner. Lo que pasa es que este es un portátil con trampa, ¿eh? porque lleva Windows 98. Y entonces yo lo que hago es que reinicio en MS2. ¿Sabes? ¿Eh? Y hago la trampita porque el Windows、eh, 98 segunda edición, si no me equivoco, lleva el MS2 7 0 y, y bueno, es un MS2, básicamente. Pues、eh, me da otro error. Un error 20 y me deja ejecutar el juego una de cada 5 o 6 veces, pero sin sonidos, ya que me queda igual. Que te da otro error diferente, ¿no? Claro, ma el maravilloso mundo de, lo de los equipos físicos. Claro. No te metas con nosotros. No, no te metas con nosotros. Cuando ya nos te, nosotros solos. Cuando te envíe el enlace de archivo.rg, efectivamente tú me respondiste diciendo: Es que este tío lo que tiene es un ordenador físico, tiene un Pentium 2. Y digo: Ah, pero quedan de esos. No, fue, mi... <risa> fue, fue mi idea, n o porque mi planteamiento, y digo, esta, esta, esta sección la tengo resuelta. Me voy a mi colección. La que yo utilizo de, de referencia, por cierto. Luego, si me permites un pequeño disclaimer, ya en los comentarios al final、eh, he estado en contacto con Neville, ¿vale? el de la colección definitiva de MS2 que tantas veces hemos mencionado en el programa. Hombre, Pero bueno, yo de, decía: me voy a mi colección,、eh, pruebo a descargarlo y ejecutarlo, y la respuesta, sin necesidad de probarlo, sé que, cuál va a ser. Tanto en archive como en la colección, esta、eh, le pinchas dos veces y ya está jugando a Teria. No merece la pena complicarte, pero claro, p es r o e que esta es la d i g a manera o s l m a fácil. Nosotros necesitamos el arduo camino de, de poder configurar el equipo para que funcione un juego y luego no jugar. Es que、Efe、lo ¿a no a p e n d e s a e s efectivamente. Entonces me planteé mis alternativas. Digo, bueno, yo puedo ponerme en contacto con este chico y pedirle exactamente que me diga cuál es la configuración hardware <ríe> en la que ha intentado ejecutar este juego, porque. El mundo de los PCs clónicos es complejo, variado y no todo tan 100% compatible como nos creíamos. Aunque bueno, eso quizás luego lo, lo comente, ¿no, Javi? Sí, sí, luego, luego lo comentamos un poquito. <risa> pues el caso es que digo, le puedo preguntar exactamente cuál es su configuración hardware,、eh, meterme en Wallapop.、Eh, sabes que no me gusta porque hay mucho zumbado por Wallapop. Pero me puedo meter ahí, puedo empezar a patear tiendas de segunda mano, puedo tratar de replicar exactamente ese hardware, buscarme una copia, por supuesto legal, del Tyrion 2000 y empezar a probar a ver qué es lo que, es lo que pasa. No lo he hecho. Obviamente no, no lo he no. hecho. <risa> haces bien, haces bien.、Y、Eso es salud. Y me he ido al PCM. El PCM, efectivamente, es un emulador, pero se basa. No es un emulador de MS2. Como si puede ser DOSBox, sino que es un emulador de hardware específico sobre el que se puede ejecutar pues MS-2, Windows 95, Windows 98. El PCM es un emulador que funciona de modo similar a cómo puede funcionar en VirtualBox. ¿Cómo funciona VirtualBox? Por si alguno de nuestros oyentes pues no, lo, no conoce el tema de virtualización de máquinas y tal. Pues en VirtualBox tú,、eh, digamos que seleccionas los componentes. De los que va a disponer tu máquina virtual. Básicamente, lo que, de lo, que, lo que estamos hablando es de construir un ordenador virtual dentro de tu ordenador. Un archivo、sí. que se va a almacenar en un disco duro, en un servidor, en el que están las configuraciones y los, y los drivers, en BIOS, en ROMs, para que aquel, aquel programa ejecute una cajita cerrada en el que se está ejecutando. Pues otro ordenador diferente al tuyo.、Está、Digamos que tú puedes ejecutar dentro de tu ordenador, siempre y cuando tu ordenador tenga la potencia para ello, dos, tres, cuatro, cinco, seis ordenadores independientes, cada uno con su configuración hardware. ¿Hablas de PCM o de VirtualBox? Hablo de VirtualBox. VirtualBox, bueno, tiene una、bueno, restricción. Pero VirtualBox, efectivamente, tiene restricciones y tampoco es exactamente emulación, porque VirtualBox lo que hace en muchísimos casos es para que la, el funcionamiento de esa máquina virtual sea lo más rápido posible. Eh, lo que utiliza son pues, unas características propias de los microprocesadores o de las BIOS para que digamos q u esa e máquina virtual se pueda comunicar directamente con el hardware real、uh -huh. y acelerar、sí. así el desempeño. y Evidentemente, p、pues, u hay... estoy ahí e s tratando de explicar en un minuto algo que es muy, muy complejo. Sí, hay que, básicamente hay que habilitar el soporte de virtualización en la BIOS. Y luego tienes que tener más de 4 gigas de RAM, porque con 4 gigas de RAM se te va a congelar、eh, cualquier máquina virtual que hagas.、Uh -huh. luego, luego a cada máquina virtual pues, le puedes dar、eh, el uso de, de núcleos, ¿no? de, de CPU, el uso de memoria, y en el archivo del disco duro que le quieras asignar, pues, le puedes poner los gigas que tú quieras.、Uh -huh. Hoy día, si, aunque no nos demos cuenta, básicamente las máquinas virtuales pues, se utilizan para, para todo. Cuando tú contratas un servidor para alojar allí tu página web, normalmente lo que te dan. Es una máquina virtual y te dimensiona las características de esa máquina virtual en base a lo que tú estás pagando. De modo que si tú te cargas algo en tu servidor, no estás afectando al servidor completo, solo a la máquina virtual, que está cerrada y que tiene una comunicación pues, limitada con, con la máquina real. ¿no? Esas son las máquinas virtuales. ¿Qué hace este PC? Imita ese comportamiento、eh, todo a base de emulación. En ningún momento se comunica. Eh, tienen las máquinas virtuales que tú vas a construir dentro de PCN, tienen la posibilidad de comunicarse directamente con el, con el hardware real. Simplemente está emulando una serie de dispositivos. ¿Qué dispositivos? Pues puedes emular, evidentemente, microprocesadores,、eh, pues desde un arcaico XT hasta un Pentium 2, creo que precisamente llegaba por ahí la emulación.、Eh, Emulas、pues, p u e el funcionamiento de discos duros, ¿cómo? Pues con archivos de imagen de discos duros. O de disquets.、Eh, puedes, en algunos casos concretos, que la máquina virtual que tú estás creando dentro de PCM pues lea el, tu CD físico, el que tú tienes conectado a tu máquina,、eh, especifica la cantidad de memoria RAM que le vas a instalar a esa máquina y vas a emular los, los, los bancos de memoria que, vas a, que va a tener tu máquina. Puedes emular una tarjeta de red, evidentemente puedes emular una serie de tarjetas gráficas. Eh, los dispositivos que hoy por hoy emula PCM, pues la verdad es que es una lista bastante, bastante larga. Yo no he encontrado ahora mismo ningún, ningún dispositivo hardware que, que eche en falta. O sea, yo no he encontrado ningún dispositivo q d i g o pues me gustaría emular esta tarjeta gráfica. Bueno, pues las más conocidas, evidentemente, están y están emuladas. Lo que pasa con, con PCM es que tú lo que emulas normalmente son. Digamos, máquinas predefinidas. Y digamos que esas ROMs de, la, de las máquinas te las tienes que bajar de, de un sitio diferente ¿no? que el PCM, porque no, no es legal. O sea, PCM sí que es legal como, como programa. Evidentemente, las ROMs... sí. Las la ROMs, las BIOS que necesitas para que tú tienes que. Vamos un poquito si t e parece al funcionamiento, ¿vale? Tú te descargas PCM,、Perfecto. que es la V16, hoy por hoy, la versión que tenemos, y buscas por ahí pues, un paquete de, de ROMs. Eh, y para colocar en la carpeta ROMs. Eso hace que si tú arrancas sin esa s ROMs, PCN te dice que no puede emular nada porque no dispone de las BIOS para emularlo. Y si tú descargas ese paquete de ROMs y lo metes en la carpeta ROM, pues lo primero que, que te encuentras es una interfaz gráfica en la que tienes pues, los cuatro botones de crear una máquina, editar una máquina,、eh, copiar una máquina o eliminar una, una máquina. Un botón de play y un botón de configuración. Nada más,、uh -huh. y por supuesto un botón de salida. Le das a crear una máquina y se te abre un pequeño diálogo de, de selección. Lo estoy haciendo según hablo contigo. Por supuesto, le pones un nombre. Nosotros lo vamos a llamar a nuestra máquina MS2 Club. Si algún día nos animamos, hacemos esto en vídeo. ¿Vale, Javi? Sí. sí. <ríe> Nosotros、yeah. llamamos a nuestra máquina MS2 Club y te sale pues la pantalla de configuración de PCM. ¿De acuerdo? Eligen、vale. la máquina? Bueno, pues, para que te hagas una idea, puedes emular hasta un socket 7, eh, s h u t t l e hot 557. No sé lo que es eso. <risa> no lo sé, sinceramente. Pero bueno, hasta un socket 7, un asus 21.1, 21.55, TVPP4. En fin, te estoy leyendo características y máquinas sin saber muy bien lo que te estoy leyendo, ¿no? Evidentemente, puedes, eh, eh, <coughs> Puedes emular pues, todos los 486, 386 hacia atrás, 286, todas las máquinas AT. En fin, aquí tienes, pues, según las b i o s que te hayas descargado y que hayas metido en esa carpeta, por ejemplo, podríamos、uh, emular pues, un Amstrad PC 2086, un Amstrad PC 3086, los Tandy. ¿Te acuerdas que en el programa pasado hablábamos de, de los Tandy? ¿no? Esa configuración tan particular que tenían ese, ese chip de sonido, que no era el simple Viper. O sea, no me acuerdo si era el Tandy 1000, puede ser. Pues efectivamente, puedes emular el Tandy 1000, el Tandy 1000 HX. En fin, te estoy leyendo, pues, evidentemente, los modelos más conocidos, ¿no? Por supuesto, los IBM AT, IBM PS1, PS2, el modelo 30286. Bueno, y evidentemente yo me he ido a mi, cuatro, mi querido 486 DX2, que fue el primer, el primer PC que tuve. Marvinón. También lo, puedes, también lo puedes emular, ¿no? Eliges el tipo de máquina, eliges específicamente qué CPU le vas a, le vas a poner,、eh, eliges la tarjeta gráfica que quieres montar sobre tu equipo. Mola mucho porque imita,、eh, digamos, el, la configuración real que tú estarías haciendo en su época de tu clónico. Sí, sí, sí. O sea, es como si te montases la, la máquina está, en su día. Exactamente. Pero, te están、uh -huh. montando la máquina. Es un programa muy curioso. Si, por ejemplo, te vas a. ¿Te acuerdas que la, el mes pasado cogimos un. O no sé si el pasado o el anterior, nos cogiste una serie de anuncios de equipos para ver los precios, ¿no? Es algo que tú habitualmente te gusta hacer, ver los precios que tenían los PC, pues, en años atrás, ¿no? Bueno, pues puedes replicar esa configuración. Puedes montar el, la placa madre que tú quieras, puedes montar el micro que te apetezca, puedes montarle la tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica que quieres. Tenemos por aquí una Trident, una f e n i x no sé, hay, hay cositas muy, muy, muy, muy, muy curiosas. Ajá. ¿vale? Puedes especificar que quieres una voodoo, una tarjeta voodoo,、e、instalarlo. Luego tendrías que instalar los drivers. ¿eh? Ojo, que lo que estamos haciendo es fisi... bueno, <coughs> virtualmente montar una máquina. Pero la estamos... Digamos que son emuladores de partes de la máquina, ¿no? Efectivamente, pues en ese aspecto funciona muy similar a cómo funciona m a m e Tú sabes que m a m e lo que hace es que emula partes muy específicas de la máquina y, me... y uniéndolas todas. Pues emula una placa. Una placa de llama que tenía el juego tal, ¿no? Y como m a m e、sí, pero... hace eso, es cogiendo pues todos los componentes que tenía esa, esa placa y donde esa placa tenía una ROM con. Pues yo qué sé, con los sonidos o con tales gráficos, pues cuando tú te bajas una ROM de m a m e realmente lo que hace s es, es eso, ¿no? Colocar en su sitio esa ROM con los gráficos, con los sonidos, con. Con la p l a t a m a Pero meterle una voodoo tela, ¿eh? O sea, sí, sí,、quitar. bueno, de hecho, esta máquina, este emulador, digamos que la gente lo suele usar porque llega donde no llega DOSBox. O sea,、Ajá. la gente se suele instalar este, este emulador pues, para probar configuraciones ya de Windows 98 para arriba. Que también es cierto que necesitas una, una máquina. O sea, necesitas un buen PC para que, según qué configuraciones de, de máquinas, pues vayan, vayan bien. Y básicamente eso es lo que tienes. Una vez que has configurado tu máquina, necesitas crear una imagen de disco duro. Le das a arrancar tu máquina y efectivamente la máquina te dice que no encuentra disco de arranque y no arranca. <risas> Entonces f e e c t i v a tienes que coger algún fichero imagen o alguna ISO ¿no? para poder arrancar. Te tienes que buscar o una ISO o un fichero imagen de disquets e para arrancar con tu MS2. A partir de ahí, pues a partir de a a hacerlo í h todo, Javi, como lo harías en la época, si es que te acuerdas. O sea, instálate un MS2 si es que le has montado un disco duro o ejecútalo desde disquets e si es que no, no has montado disco duro.、Eh... <risas> O sea, voy a es, confesar. Es que me da pereza nada más que de contártelo. Imagínate, instálate un MS2, instálate un Windows, el que quiera. También es cierto que hay páginas por ahí en las que te puedes descargar ya máquinas montadas. Ajá. De hecho, la que yo tengo ahora mismo montada y con la que estaba haciendo las pruebas, que es una AMI 486DX con un、sí. micro A33 o el DX2 A33, yo me la he descargado de una web en la que un chico ha tenido a bien montar la máquina. Tú simplemente te descargas p、pues, u el s e archivo de tu máquina virtual, el archivo de imagen de disco duro,、uh -huh. y le das al Play, y ya s i arranca pues con. Bueno, arrancas MS2 y te puedes ir al directorio Windows e iniciar Windows 95, creo que es lo que tiene instalado esta máquina. <risa> Pero ya digo que es algo muy, muy, muy curioso de hacer si te gusta el cacharreo y te gusta recordar eso, esos tiempos.、Eh, he probado varias configuraciones de Pentium 2 descargadas precisamente de esta máquina, he ejecutado el t i r i o n 2000 y ha funcionado perfectamente. <risa> como, como era de esperar. Claro, claro. O sea, cualquier opción mejor que la máquina real, ¿no?、Eh, no, seguramente la configuración concreta. O sea, es que los clónicos no son tan compatibles como nos creíamos, Javi. Y seguramente la configuración específica que tiene este hombre, pues necesite, pues a lo mejor un driver, a lo mejor no tira con el driver genérico de CD-ROM.、Eh, ya lo hablamos el mes pasado, ¿no? A lo mejor tienes que meterle un driver específico, a lo mejor le falta un driver de, de, de lo que sea. De lo que sea. No sé sí, qué tarjeta、sí. gráfica tiene ese PC, pero es muy posible que con, la, que con el driver estándar v e s a pues no vaya y necesite algo más, en fin. Ya, sí, sí. ya es trastear sobre una máquina muy, muy, muy concreta. Pero sin embargo, este PC, m al que le g u s t a el cacharreo. Además, fíjate que todo este tipo de emuladores para frikis. Fíjate que ya estoy haciendo la clasificación, ya son emuladores para frikis. Como le pasa a Retrovirtual Machine, por ejemplo. Retrovirtual Machine tiene un sistema de uso muy similar a este. Tú eliges tu máquina, si va a ser Amstrad, Spectrum, eliges la configuración tal, y creas una máquina virtual. Y trabajas sobre, sobre ella. Una máquina virtual a la que le puedes añadir u dispositivo s o quitar dispositivos, como un lector de cassette, como una tarjeta de expansión, en fin. Todo este tipo sí, de sí. emuladores para frikis funcionan de este estilo, ¿no? Digamos que para. No solo estás emulando ya la máquina y el juego en sí, sino que son emuladores que te permiten emular、eh, las sensaciones y el proceso que seguías en tu época para montarte tu PC. Con lo cual, todo bien. Muy bien. Te voy a confesar que yo también trasté e un poquito con PCM y me instalé un DR2 versión 5.0, que fue la, que, la primera que tuve, con, con un 286 en una máquina de estas 486 también, porque realmente no me iba a poner menos máquina ya que podía, ¿no? En, <risa> en PCM. Y lo bajé todo esto del de, DR2 de WinWorldPC.com. ¿Vale? Ahí tenéis imágenes de disquet e s de todo lo que queráis. De hecho, si vais al buscador y ponéis dos, tenéis aquí el 86.2, Atari 2, Concurrent 2, ¿vale? el que hizo Digital Research, 2 Plus, que también era de Digital Research, si no me equivoco,、eh, DR2, MS2. vamos,、bueno, Tenéis aquí disquetes、eh, conservados para aburrir el PC2, el que, el que usaba IBM. ¿vale? Tenéis aquí mogollón. Sí, la verdad es que hoy día la cantidad de recursos que hay para disfrutar de esta, de esta afición es, es una pesada. Sí, para terminar, quería recomendar una aplicación que es Win, creo que se llama WinISO.、Ajá. Es de pago, pero tiene 30 días, de, 30 días de prueba, que precisamente sirve para abrir y editar、eh, imágenes de disco duro, de disquet. Porque, claro, una vez que te hayas creado tu, tu máquina, o bien te lo curras. Y le instalas una tarjeta de red que también puedes, y te buscan la forma de transferir tus juegos o tus historias a, a esa máquina virtual, o bien abres la imagen con Winiso y te copias ahí el juego que quieras probar a tu carpeta raíz o a tu carpeta juegos para, respetar, para respetar los clásicos, y, y simplemente luego vuelves a cerrar la imagen y vuelves a iniciar tu máquina y ya, ves, y ya tienes ahí, pues. Los juegos n o que te ha s descargado en tu disco duro para, para probarlos, que es como yo me pasé el t y r i a n 2000, por supuesto. Lo abrí、vale. con Winiso, copié la carpeta t y r i a n 2000 dentro de mi carpeta juegos dentro de este DX2 virtual y bueno, es maravilloso, ¿no? La sensación de CD, CD juegos, CD t y r i a n 2000, Star. <risa> madre mía, madre mía, lo que hay que hacer para jugar. ¿Cuánto rato jugaste, Antonio?、Eh, nada, 10 segundos. Va, creo que jugué más cuando, cuando puse el enlace de archivo.br. <risas> Madre mía. O sea, cacharrear, r e s Para ver si、sí、funciona, ¿no? Y, y, y si quieres jugar, te vas al emulador. Por supuesto. <risas> vale, perfecto. Bueno,、eh, hay un par de cosas más en el servicio técnico. Una de ellas es que、eh, pues, an antes o durante el confinamiento, ahora no me acuerdo exactamente cuándo fue, petó un disco duro de un portátil 486 Toshiba que tengo aquí. Murió el p o b r e c i c o Y claro, pues yo no tenía manera de, de acceder a, al, al sistema. O sea, no, no, podía, no tenía otro disco duro. Porque además, estos portátiles llevan un puerto que se llama Pata. Que no es ni, ni un ID e ni un SATA. Vale, tiene una serie de pins diferentes. Y no tenía manera yo de acceder. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cogí un adaptador、eh, de Pata a SD. Le metí una tarjeta SD. Y allí, pues me tuve que instalar el sistema operativo. Instalé、eh, MS26.22. Vale, soy así de hardcore. Y le puse directamente el sistema operativo MS2, aunque el ordenador podría tranquilamente ejecutar un Windows 95, pero p a s o p a s o lo quería, quería pureza. Y, y nada, lo he arreglado así: tenéis en ms2.club una entradita de, del articulito con fotos de, de lo que hice, ¿vale? Pues por si os pasa lo mismo o algo similar, o de hecho, si le queréis cambiar un disco duro a una máquina antigua por uno más potente, venden estos adaptadores ID e a, a SATA también, o sea, a SATA, a SD o a Compact Flash. Eh, yo preferí SD en lugar de Compact Flash porque ya tenía una SD por aquí de 2 GB y así ya no tenía que comprar otro componente. Y nada, es un arreglo muy sencillito de hacer. Y por último, tenemos a un chico en Twitter que se llama Las Cosas Retro, que ayer me envió unos cuantos mensajes porque él quería hacer lo siguiente. Espera, busco la consulta. Lo que quiero hacer es poder ejecutar cualquier aplicación que esté en una carpeta desde cualquier sitio, por ejemplo. Estando en A2. Puntos, poder u n t s p o ejecutar un programa que esté en C2. Puntos barra CD-ROM. ¿Vale? Y、eh, yo simplemente le, pudo, le pude decir que había una variable que se llamaba Path, creo, porque estaba con el móvil, estaba fuera de casa, y al cabo de un rato él ya me contestó que sí, que lo había, lo había solucionado, que él tenía Path C2. Puntos barra 2, ¿vale? Y que lo que hizo fue ponerle un punto y coma y C2. Puntos barra CD-ROM. ¿Vale? ¿Por v a l e qué? Porque si ponía Path. C2.2 y debajo ponía en otra línea path, C2.CDROM, esta variable path se sobrescribía y solo cogía el último valor. ¿Vale? Entonces, si os pasa eso, que por ejemplo este chaval tenía、eh, programas que quería ejecutar desde CDROM directamente desde cualquier parte del sistema operativo, pues hizo eso: path, C2.2, punto, punto y coma, C2. Y, y el directorio donde tengáis lo que queráis ejecutar. Esto, por supuesto, en autoexec.bat. ¿eh? Bueno, este tipo, esta variable viene heredada de los sistemas Unix, ¿no?、Eh, imagino que sí. Lo sí, que no sí, sé sí, si estaba sí, sí, sí. En, en CPM, no sé si estaba. ¿Vale? Porque ten, ten en cuenta que, que MS2 se basa en, en CPM. Entonces yo no sé si estaba allí. En Unix o lo que es en Linux, seguro que está.、O、en Linux, sí, sí, seguro que está ahí. Es el, el, el error habitual de por qué no se me ejecuta esto. Bueno, pues porque no tienes. El directorio donde se encuentra el ejecutable no lo tienes en el path. Las dos alternativas son siempre las mismas. Y estoy seguro de que en MS2 funciona igual. O bien añades el directorio donde está el ejecutable al path, o bien directamente escribes la ruta completa. Que también se sí, puede sí. hacer desde cualquier, desde cualquier punto. Sin necesidad de, de añadírselo al path. Sí, el problema es que tengas que poner C2.CDROM, no sé qué. Es, sí, sí, sí, es, sí, un un poco, es un poco coñazo. Por supuesto. Bueno, y hasta aquí el servicio técnico de, de este mes. Hardware. Bueno, hoy en el hardware、eh, tenemos un invitado. Tenemos a Pedro Javier Mora, que nos va a hablar de estos、eh, PCs, ¿no? Que, que se llamaban PC compatible o IBM 100% compatible. Y yo no sé, Antonio, este 486 que tú tenías, yo me imagino que no fue IBM, ¿verdad? No, no, no, por supuesto que no. O sea, <ríe> si te digo la verdad, ni recuerdo cuál era, ¿no? Yo recuerdo 486 de X2, pero no era, no era un IBM. Sería un compatible. Nunca tuve grandes problemas porque si era un Intel, el micro, sé que había por aquel entonces, estaban los. ¿Sirix era? Este, porque Sirix, ahora, ahora tenemos claro que son Intel, AMD, pero por aquel entonces estaba el Sirix también, que es el que más problemas de contabilidad, de contabilidad de compatibilidad,、eh, daba, e c o i i l d d daba si no recuerdo mal. Pero bueno, yo en principio no recuerdo grandes problemas de, de compatibilidad. Aunque también te digo una cosa, Javi: si en aquellos tiempos teníamos un problema con algo que no se ejecutaba, en la vida pensábamos en problemas de compatibilidad. Decíamos algo no, tan no. sencillo como no funciona <ríe> y ya. Sí, sí, Javi, pues a mí no me funciona y ya. Yo tenía un 486DX2, que creo que era c i r i x y se me congelaba el Rise of the Triad de vez en cuando, de vez en cuando era el arranque, básicamente. Y el Day of the Tentacle no me dejaba grabar. Yo no sé si era por la CPU o porque tenía algo petado en el disco duro, pero ya te digo que el, el Day of the Tentacle lo desinstalé y lo instalé mil veces y no había madera, nunca podía grabar partida. Y para mí era un horror, porque claro, empieza la partida, pero cuando te tenías que ir a comer o te tenías que ir a dormir, había que apagar el ordenador. En fin. Bueno, es que creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Eso de 100% compatibles, yo creo que más fiel a la verdad hubiera sido 98% c o m p a t i b l e aunque a lo mejor no hubieran vendido tan bien. Bueno, ahora Vampirro nos lo va a explicar un poquito cómo funcionaba esto. Pues hoy tenemos a otro aficionado del MS2 aquí. Te voy a presentar como Pedro Javier Mora, ¿vale? Pero la gente seguramente te conocerá como, como Javi o como Vampirro, ¿no? Que es un nick que, que tienes en, en las redes sociales, Telegram y tal. Vampirro, que me imagino que viene de, de, de Vampiro, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, esto es una larga historia. Realmente el nick viene de. Para 20 años o algo así, en un chat que tenía que ponerme un nombre y todo estaba ocupado. Y al final dije, yo qué sé, vampiro. Y precisamente porque estaba jugando al vampiro a la mascarada, y me dice, ya está pillado. digo, coño, pues, vampiro. r Y ese sí, ah, vale, pues ya está. Y me he quedado con eso desde entonces. Con acento de Transilvania, vampiro. vampiro. p eso cuando me dice la gente vampiro, digo, no, no, no lo dices bien, vampiro. Muy bien. Pues nada, oye,、eh, una cosa de las que hacemos aquí cuando traemos un invitado nuevo es、eh, preguntarle cuál su, fue su primera experiencia ¿no? con, con el m s d o s Y a ver, Javi, ¿cuál fue la tuya? La primera, primera, primera, primera que yo recuerde, porque、eh, realmente fue en el colegio, que tenían unos. eran como cinco ordenadores IBM, no sé exactamente qué modelo, y cinco Indes. Pero básicamente entrabas y o sea, no, no, no, no llegué a manejar realmente MS2. La primera vez que realmente manejé MS2 ya fue en el instituto, con, en el año 92, en las clases de informática, que empezaron enseñando pues, MS2. Comando DIR, comando c d comando RM. O sea, RM no.、Eh, Delete. De, d l t e Te vas al límite. Sí. Vale, esto sería pues,、eh, yo qué sé, una clase de sistemas operativos, ¿no? Más que informática. Te la llamaban así,、creo. clase de informática. Empezaron en el primer d e b u t empezaron con eso, y luego ya en el segundo ¿Sí? d e b u t ya dimos ofimática. Es curioso, nosotros hacíamos informática en el colegio también, como optativa, y eran ordenadores, yo creo que eran Amstrad,、eh, ordenadores, eh, nada, Amstrad, que hacíamos basic, o sea, no. 8 bits directamente.、No、e no te sé decir, los años、eh, que, que lo hicimos. Bueno, entonces tu primera experiencia, digamos, fue en el instituto, pero me imagino que en casa pues, también pudiste probar algún juego, ¿no? Alguna programita. Yo en casa no tuve PC hasta el 94, ya en tercero debut. <risa> Uy. De lo que tenía era un Spectrum. Ya casi, con el Spectrum. Casi para la universidad, sí, sí, sí. ¿no? ¿Casi? No, con el Spectrum no. A ver, realmente yo soy informático, soy programador y empecé precisamente por el Spectrum. Y fue donde aprendí a programar con el manual, el mágico manual del Spectrum. Lo que pasa es que yo me quedé solamente en el Basic, no aprendí código máquina. Y ya. Vale, vale. Y ya luego ya empecé, pues ya empecé con más cosas. Muy bien. No, la verdad es que el Basic fue el punto de entrada de, de mucha gente、Muchísimo、en、así. el mundo de la programación. De los、Muchísimo. 80, la mayoría. Bueno, ¿y ese PC que tuviste en tu casa era un IBM? Estamos en los 90, no. No, no, que va, fue, fue un ordenador clónico. Ni siquiera era de marca, era un clónico de. pues de la tienda de la esquina, básicamente. Yo recuerdo ir con mi familia a, a comprar mi primer ordenador que fue un 286 a un bazar ¿vale? en Barcelona, en los bazares que había cerca del puerto. Y realmente tú no mirabas la, la marca, ¿no? no mirabas que, o sea, tú sabías que era un ordenador, pero tú no sabías qué marca era, no, no era un IBM. Y, y entonces, estos ordenadores me imagino que, que serían pues, lo que llaman los clónicos. ¿no? Es que realmente, salvo que sea IBM, todos son clónicos. Pero sí, claro, porque, sí estaban y... los de marca y los clónicos. ¿Sale? Porque IBM creó el personal computer. Bueno, no el personal computer, porque ya había ordenadores personales, ¿no? pero sí la marca PC, ¿no? personal computer. Y、eh, la verdad es que es una creación muy curiosa. Porque realmente, IBM. Menos labios del sistema, deja la, la arquitectura abierta. O sea, aquí tienes las especificaciones de, de mi ordenador. No, de, de hecho, ni siquiera era así. O sea, DBM en ningún momento pensó que eso se licenciara o que sacaran crónicos. O s sea, simplemente、mm -hmm. hizo su ordenador con lo que tenía. Bueno, bueno con,、sí. con lo que había. En el mercado, sí, ¿no? es, eh, bueno, realmente es que para, para llegar a esto es que hay, que, hay que explicar muchas cosas. O sea, realmente、eh, el ordenador, el, el, el que fue el IBM PC, que por cierto aquí IBM es muy arrogante, dice: Este es el PC de IBM. O sea,、uh -huh. PC había punta pala porque PC es personal computer y había en los 70 había, dabas una patada y te salían tres PCs distintos. Pero no, no, esto es el PC y se ha quedado como PC de IBM. Y es como si dices: Yo que sé, s l e g a un fabricante de coches y dices: Esto es el coche.、Y、el co el sí, coche sí, es el r i c o La General Motors, s、sí, ¿no? Y este es el coche.、Sí. Y todo lo que había hasta ahora. Exactamente.、Pues no se lo era, pero no、eran coches. Este es el General Motors coche. Y esto es un coche. Y lo demás es lo que sea, pero esto es coche. Te cambias el nombre. Y pues eso, para realmente explicar cómo se llega al PC, es que habría que remontarse mucho. Yo tengo un blog. Me pasa que hace muchos años que no lo, no lo actualizo, que hablo sobre historias de estas de la informática que siempre me gustaron. Y lo que hago siempre es que empiezo con los antecedentes, porque para entender por qué pasa algo o cómo pasa, hay que entender cómo se llega a eso. Y realmente, IBM, o sea, ordenadores personales, realmente la industria de los ordenadores personales empieza en el 75 con el m i t s D'Alter, la, la típica, la, la famosa revista. Ay, que no me acuerdo cómo se llama ahora. La no, no, no era Byte, era una de. No me acuerdo, era de electrónica, que fue la que vieron Bill Gates y Paul Allen, que hablaban del a la l t General Compu Computing, s、no, no、í、sí, pero vamos. General Electrics, Electric s、pues, í、sí, algo、no、sé de、qué. eso es. Que ahí estaba, digamos, de hecho ni siquiera estaba todavía montado, era el diseño del m i t c y a partir de ahí crearon el Basic y se fundó Microsoft. Pues antes incluso de eso, IBM ya había sacado un primer.、Eh, lo que era su concepto de PC, que era el IBM el 5100 Portable Computer. Que era un bicharraco de 25 kilos. y con c o un p r Era s a d o e era una máquina de IBM. Es decir, básicamente todo estaba con, bueno, casi todo estaba todo casi hecho por ellos. Un procesador de 16 bits en el 75. Tenía, tenía 16K desde, de serie, que se podía ampliar a 64K. Tenía, era como a ser portable de 25 kilos. Esto, tenía, un moni, tenía el monitor incluido de, de 5 pulgadas, creo que era. Eh, Ojo que en los 80 los Forne 1 que lo anunciaban como el CPM portable también pesaba sus 20 y pico, 30 kilos. Creo que era un poco o sea, más ligero. Eso era, eso era portable. Creo que era un poco más ligero. Pero vamos, que para hacernos una idea. Sí, por ahí era, eran cosas que tenías que hacer buenos brazos. Eso no lo levantaba cualquiera. Y bueno, de hecho, el almacenamiento era con cartuchos de, de cinta magnética. Y el bicho este costaba casi 9.000 dólares. Eso es barato, ¿eh? Para IBM. Estamos hablando del 75, que、el、es 75, mucha pasta.、Sí. Pero para IBM, eso es muy sí, barato. Pero el, el MITS, ¿cuánto era? No sé si eran 500 dólares o algo así. Te lo tienes que hacer tú, pero eran. Por ahí andaría、no、la cosa. Eso sería el, el IMSI, ¿no?、Eh, el anterior al IMSI. El IMSI realmente era un, un clon del MITS.、Uh -huh. El MITS es el, el q u programa. Para el que programa el Basic、eh, Bill Gates y Paul Allen. Para el que se crea Microsoft. Sí, sí, sí.、Uh -huh. ese, ese, ese sí. Sí que lo conozco, ¿no? lo que no conocía es el anterior. Bueno, pues este, o sea, IBM realmente ya había coqueteado con, le, con el concepto este, pero vamos, es una cosa que tampoco. O sea, casi... a n e c d ó t i c a para ellos、sí. porque realmente se dedicaban a los mainframes, e s o s superordenadores. Lo que pasa、mm. es que en el 75 empieza la industria de la informática. Y va creciendo, va creciendo, y nos encontramos con que en el 77. El 77 así,、eh, Apple lanza el Apple II, que inicialmente, pues ya ves tú, en, el, en septiembre del 77 solamente hay 500 y pico Apple II. De hecho, la, la que más vendía en aquel momento era Rayosac, con el TRS t r sí, exactamente.、Mm -hmm. Y bueno, el caso es que Apple lo, lo que tiene es que en el 78 lanzan la d i s q u e t e r a que es el modelo más e o sea, es el que mejor relación calidad-precio tiene. Es bastante fiable, tiene bastante capacidad, es bastante rápida. Y es bastante más barata que lo que hay en la competencia. Entonces, eso hace que、eh, los ordenadores que hasta ese momento se dedicaban, digamos, al, al mundo de los frikis, al del ocio electrónico, de hecho, e la p p l e II anunciaba como que tenía videojuegos, porque tenía colores. De hecho, e la Apple II es el primer ordenador personal que tiene colores y está enfocado al mercado doméstico. Pero gracias a esto y sobre todo al lanzamiento de Visicalc, que esto ya es en el, y, en el 79, creo que es,、eh, empieza a meterse en el sector、eh, corporativo. Y hablamos de que creo que no sé si en el 79, o en el 80, ya estamos hablando que los tres grandes, que son c o m o d o r e、eh, Texas Instrument con el r a d i o s a c y Apple,、eh, ya tienen, digamos, como unos ciento y pico millones de, de ingresos. Eso ya empieza a ser un pellizco bastante grande. Pero sobre todo lo que a IBM le duele es que empieza a meterse en el mercado corporativo, en la oficina. Y eso ya es coto、sí. privado de, de IBM. O sea, IBM, pensemos que IBM, ese, ese, el mundo de la informática, como el setenta y pico por ciento más o menos de todos los ingresos del mundo de la informática, de todos los sectores, eran de IBM. O sea, la, la... Sí, claro, lo que pasa es que realmente tú montas la infraestructura de la empresa, o sea, una, una gran red, un gran computador, etc. é t e r a Pero luego están los ejecutivos que necesitan, pues lo que tú comentabas, ¿no? Una hoja de, de cálculo como Visicalc. Para, pues, para calcular sus cosillas, ¿no? Claro,、eh, es que, que todavía no había. Presentar números a, a los e s que todavía no había de eso. Todavía no había hojas de cálculo.、Uh -huh. o sea, la, la hoja de cálculo,、eh, Visical, que es la primera hoja de cálculo, se crea para el Apple II. Y durante un año es exclusiva para el Apple II. Eso significa que el Apple II empieza a entrar en las oficinas porque es el único que permite hacer eso. Y para temas de bolsa, para temas de, de ventas y todo ese tipo de cosas, para, bueno, lo que es una hoja de cálculo, es que o lo haces en el Apple II o no tienes software para hacerlo. Y así es como entra. Entonces, Apple, de、sí, sí, hecho, a partir de ese momento, Apple, que se había centrado en el mercado, tanto inicialmente para frikis con el Apple 1 y en el Apple 2 para el mercado doméstico, empieza a virar. o、eh, s、sí. t i a tú los llamas frikis, pero no serían los frikis que bueno, conocemos hoy en día. O sea, el que le gusta el cómic, el manga、uh, y tal.、No. sino sería un jig、sí, eh, electrónico. n o、no, no, no、informático, sino electrónico. electrónico.、Uh -huh. Digamos, el jig、eh, eh, informático de hoy en día no existía todavía, se estaba creando. <risa> Estaban gestas.、Pero. Sí, de hecho, se muchos ordenadores se vendían como kits. Y ya la montó tú, e lo t y、uh -huh. con soldador y, y montó tu ordenador. El sí, Apple 1、sí, se v e n d í así a también.、Uh -huh. Y el i n s i el, el Mits, o sea, muchos, muchos se vendían así. Sí, sí. Incluso el primer ordenador en tener MS2, bueno, que no era MS2, que era el Q2,、uh -huh. era, era un kit, porque venía con una arquitectura SB100, que es la, digamos, si en el IBM BC teníamos el, los puertos ISA.、Uh -huh. En el resto de ordenadores, la arquitectura estándar era el SB100. Y entonces, pues tú te podías meter allí tus. Bueno, conectar tus placas para disqueteras、uh -huh. o lo que tú quisieras. Sí, sí. Bueno, pues entonces, eso. Los ordenadores personales empiezan a acaparar mucha.、Eh, mucha publicidad. IBM de Chorri llegó a sacar del primer bicharraco ese del portable, llegó a sacar un rediseño, que además era incompatible con algunas cosas de IBM, además era incompatible con el modelo anterior, o no 100% compatible, pero seguía sin verlo. Lo que pasa es que,、bueno, que dentro de IBM, pues oye, <coughs> o sea, tenían un poco de miedo de que le pasara como pasó con los miniordenadores, con, con, con Digital. que llegó en los 80, llegó a ser el número 2, el fabricante número 2 mundial.、El、primero era IBM y el segundo llegó a ser Digital. Y, y empezó eso, vendiendo ordenadores en miniatura, los miniordenadores, que parecían de juguete, pero que eso fue creciendo y llegó a convertirse en el número 2 del mundo. Entonces, un poquito, i b m intentaba no desdeñar, como había hecho con, otro,、eh, con otros mercados, este nuevo de los microordenadores. Porque además, Apple llegó a salir a la bolsa y o sea, una, fue una OPV impresionante. Empezaron、eh, a llover millonarios por Silicon Valley. Eh, además, eh, los nuevos modelos, por lo que decía, el Apple II estaba enfocado al mercado,、eh, al mercado doméstico, pero el,、eh, eh, los nuevos proyectos de, de Apple, el Apple III, el, el Lisa, y... Bueno, el, el Macintosh iba a ser un, un ordenador barato de gama baja para el mercado doméstico. Luego acabó siendo lo que acabó siendo, pero en el 79, que fue cuando,、eh, cuando lo estaba petando en la oficina Apple, era la intención. Entonces, lo que intenta hace,、eh, Apple intenta virar un poquito su estrategia para el mercado corporativo. Y se está metiendo en el terreno de IBM.、Eh, y eso, es un mercado que está creciendo exponencialmente. Todo el mundo quiere un ordenador personal. Luego está también la fibra de los videojuegos. O sea, pero claro, esos videojuegos、eh, no, eje, no se ejecutan. Nadie va a comprarse un bicharraco, un IBM, para <risa> ejecutar ese tipo de cosas.、Eso、se hacen los Apple II, no, se hacen los Atari. Hay alternativas. En, <risa> en ese tipo de... tipo Entonces, intenta meterse ahí. Pero no cree del todo en ello. O sea, básicamente genera, o sea, crea un proyectillo y apenas le da recursos. O sea, tienes,、eh, lo tengo por aquí apuntado, básicamente las condiciones que es, tienes un año,、eh, 12 personas y pasta、eh, <risa> no muy sobrado. A l a Machote, a ver qué podéis hacer ahí. ¿Y? ¿Cómo se llamaba el proyecto? ¿Project Chess? s p o c l a r o claro. claro <risa> project Chess, pues s n algo a estratégico, pero no, o sea, si, si hubiera sido realmente un proyecto estratégico, IBM lo habría hecho de otra manera. Porque, claro,、eh, no sé cómo se pronuncia. ¿Don Street G? ¿Don s t i c h o algo así se dirá? Bueno, el caso es que el jefe del proyecto, al tener tan pocos recursos, ¿qué hizo? Pues vamos a ver qué es lo que tiene el mercado. Y básicamente ensambló esto y sacó un ordenador con el nombre IBM. O lo voy a intentar. <risa> no, además lo que, lo que hacen es、eh, sacarlo todo fuera de la casa. Porque ellos son de IBM. Y saben que si necesitan、eh, fabricarlo todo en la casa, van a estar años y años、claro. y años hasta que lo consigan. O eso, o dedicar muchos recursos que no tienen. O sea, si toda la empresa、uh -huh. se gira y empieza a trabajar en eso, pues sería otra historia. Pero claro, la burocracia de. Y KBM tampoco cree demasiado en esto. Um, se ve que la burocracia para sacar cualquier cosa allí en, en esa empresa era. Bueno, me río yo del funcionariado、bueno, ¿no? las... que se cachondean tanto. Y luego, las, la, porque IBM otra cosa no sería, pero hacía las pruebas. A, vamos,、eh, los fabricantes de armas lo flipaban cuando veían las pruebas que les hacían a los ordenadores IBM. O sea, era impresionante. O sea, cogían lotes, yo qué sé, les hacían mil perrerías y si fallaba uno, a tomar por culo todo el lote, cosas así. Jajaja. <risa> Bueno, entonces, digamos que se ponen de acuerdo para, para hacer este ordenador desde IBM, ¿no? Sí, y entonces, claro, como no tienen tiempo de hacer un ordenador IBM, lo que hacen es ensamblar componentes. Y es por eso por lo que、uh -huh. eh, es una arquitectura abierta. Pero no porque pretendieran hacer una arquitectura abierta, sino porque es que es lo que, es decir, es lo que les daba tiempo a hacer. Claro, el procesador、uh -huh. es de. Y utilizan de base el procesador 8088,、sí. ¿no? De Intel. Realmente, esto es muy cachondo porque hay una entrevista. O sea, digamos, IBM, todo esto son siempre muy, Eh, todo esto es secreto, o sea, porque si tú ves piratas de Silicon、sí. Valley, es muy gracioso porque ves que Bill Gates le dice a c r a i g a p o l a l l e n que dice: ¿Cuál es el pez más gordo? IBM, pues vamos a ir a hablar con IBM y les vamos a decir que sabemos su o b r e ordenador, no sé cuántos. Realmente esto era súper secreto. O sea,、uh -huh. IBM contacta contigo, te hace f i r m a r una montaña de papeles y como, se te vaya, como, como tengas algún desliz, o sea, tú estás fuera y a lo mejor el proyecto también. Y entonces IBM contacta con, con Bill Gates. ¿Y por qué con Bill Gates? Espera, espera, espera, espera, que esto de, esto de los papeles hay que explicarlo bien. Resulta que IBM、eh, había tenido ya problemas, litigios, ¿no? Por culpa de, de cosas que se supone que, que habían comprado o que les habían, digamos, adquirido tecnología y tal. Y lo primero que hacía IBM cuando hablaba contigo era firmar un papel conforme todo lo que saliese en la reunión era de IBM. O sea, si tú estás diciendo, yo qué sé. Voy a utilizar el procesador de esta manera y crearé estos registros y tal y cual. Todo aquello lo podía usar IBM si quería. ¿Por qué? Porque ya habían tenido problemas con algunas conversaciones、eh, que los habían denunciado por ellos utilizar ideas, se supone que de, de otros. Y entonces, lo primero, claro, tú firmas conforme que todo lo que digas en la reunión es como la policía,、sí. ¿no? Te detiene. Todo lo que digas、sí. se lo ha utilizado en su contra. Sí, sí, a v e r t a También era. Claro, es lo que digo. El 75% de todo el negocio informático lo tenían ellos. O sea. Si B me dice que vamos a saltar tres metros, pues todos saltamos tres metros. Sí, sí. Entonces, contacta con Microsoft, pero no por el sistema operativo,、Inici、¿no? no. n contactaron... o Inicialmente contacta. Bueno, el primero hizo, digamos, como una ronda de aproximación. Y fue buscando distintos socios, les hizo firmar un montón de papeles de confidencialidad y no sé cuántas cosas, y les fue haciendo preguntas. Entonces, desde, eh, eh, no me acuerdo qué libro es. Hay uno que es、eh, sobre un poco una poco u n biografía de, de Bill Gates hasta, que es hasta el 92, creo que es, hasta Windows 3.0. Y、Ajá. en este comenta que desde Microsoft se dice que IBM pensaba utilizar un procesador de 8 bits, y fue Bill Gates el que le dijo que, mira, que ya que vais a sacar un PC, o sea, un, un, un ordenador, pues utilizar un procesador de 16 bits, porque los 8 bits van a quedar obsoletos、eh, o sea, pronto. Eso, hay una revista Byte que, en la que hablan del ordenador, o una PC Magazine, ahora no me acuerdo, del 82, en la que Bill Gates,、eh, vamos, un poco más, y yo creo que hace el ordenador de IBM, el PC lo hace él solo <ríe> en esa entrevista. Sí, sí, sí la, de, la que está sin gafas, ¿no? Sí, sí, está ahí, sí, sí, porque claro, yo les dije q u é tal y q u é cual y que tenía que hacer esto y lo otro. Y dices, bueno, bueno, pues el, el libro esto lo que cuenta es que realmente, o sea, eso sí que pasó. En el sentido de que IBM les dijo, oye, mira, hemos pensado hacer esto. Y, y Bill Gates les dijo, oye, sería mejor que utilizaréis procesadores 16 bits. Pero、eh, realmente en IBM ya pensaban usar un procesador de 16 bits. Solamente querían ver a ver qué, qué les decía. Y bueno, el caso es que llegaron al acuerdo para que Bill Gates les, les hiciera el. O sea, a Microsoft les hiciera el BASIC. Porque, ¿Y por qué el BASIC? Pues porque era el estándar de la época. El, el BASIC de facto,、sí. o sea, el, casi, el que tenía casi todo el mundo, era el de, el de Bill Gates. O sea, el de Microsoft. Era el más avanzado carrera. Y todos los ordenadores、uh -huh. llevaban una ROM que arrancaba directamente BASIC. O a lo mejor no la ROM, por、uh -huh. ejemplo, el Apple II. Bueno, no, sí, al principio no, pero luego creo que sí. Creo que sí que lo llevaba en ROM. Esperamos que, que sí, que en Commodore sí, s Commodore sí s que lo tenía. Bueno, es que, que lo de Commodore. s Tampoco me quiero mucho p o r l a s r a m a s porque el de Commodore s fue muy gracioso porque、eh, el jefe, el fundador de Commodore. s Eh, quería licenciar el Basic de, de Microsoft y, le, y Microsoft le dijo: Pues esto es una licencia, por cada máquina me das no sé cuánto. Y él dijo: No, no, eso es como un matrimonio. Yo te voy a pagar cuánto. Yo, yo te pago una cantidad y saco las que me salga de, del pie. Y no sé si quedaron en 35 mil dólares o 55 mil dólares. Y eso fue para hacer el Commodore PET. En, realmente,、eh, Microsoft lo que hacía es que licenciaba、eh, por, por microprocesador, por no por ¿no? microprocesador. O sea, tú comprabas el Basic、ah, vale. para el procesador, no sé cuántos. Entonces, desde el Commodore PET hasta el Commodore 128, todos los Commodores utilizaban el mismo procesador. Entonces, a, a Commodore le salía gratis. O sea, estuvo años y años y años vendiendo millones de unidades sin pagar un solo dólar a, a Microsoft. Jejeje. <ríe> Bueno, con el PET no, pero con el Commodore 64 que vendieron millones y millones de, de unidades. Claro, es que con el Commodore PET, pues en el fondo Microsoft a veces salían o r d e n a d o r e s cada 2x3. Entonces, pues vería el cacharrito y diría, guau, esto q u é van a vender: 2, 3, 5.000, 15.000 copias. De licencia. Bueno, vale, venga, pues dame X.000 dólares y ya está. Pero claro, Jack Ramiel, que no me salía el nombre, Jack Ramiel, pues fue muy listo ahí. Y estuvo años utilizando, o sea, ahorrándose toda la. Porque además, las actualizaciones creo que también puede utilizarlas. En fin. en Tiburones de los negocios. s d e disperso.、Sí. Bueno, estábamos con con el proyecto Chess de IBM. Entonces,、eh, claro, o sea, el procesador. Al final、no、fue, fue el procesador Intel de 16 bits, pero no fue el 8086, sino el 8088.、Eh... Porque era más barato, ¿no? Sí. <risa> sí, de hecho.、Eh... Pero tenía un problemita, un problemita muy, muy gordo. ¿Cuál? Que tenía un bus、ah, sí, de datos de 8, de 8 bits. Sí, sí, sí. sí. Claro, y entonces la, la capacidad, o e sea, l máximo de memoria no es, estaba que s en 64K, salvo que utilices, utilices paginación y mierdas de estas, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero vamos, por ejemplo, la disquetera no es suya, el, el teclado, que los teclados de IBM son muy famosos, pues el, el controlador del teclado creo que es, también es de Intel.、Eh, tengo por aquí una lista de un poco así de hardware.、Mm -hmm. Pues no los é ahora mismo. No, no lo encuentro, pero bueno, sé, sé que lo estuve mirando.、Ah, no te preocupes. Sí, sí, es. O sea. Tiene cosas de. De g u n a s a primeras, un ordenador, un IBM, lo que llevaba de base son cinco puertos ISA. que, O sea, no venía ni con tarjeta gráfica, ni con puerto de impresora, ni con、uh -huh. puerto serie. Ni con nada. De... Si tú querías cargar datos, pues tenías que comprar una controladora de disquet e y la disquetera. Pero que no era suya. o Una controladora era, de casas. a Era t e de t a n d o n que no era suya. O sea, no, no es una DBM. o s sea, El a e controlador lo hizo t a n d o n No, el controlador es de NEC y la disquetera es de t a n d o n El chip de vídeo, por ejemplo. s o no fue muy. Hay p r o b l e m a El chip de vídeo es de Motorola. O sea, es,、hmm. básicamente fue un ensamblador.、A、IBM no fue un fabricante, sino un ensamblador. Lo único que sí es suyo, que es lo que has comentado antes, fue la BIOS. Eso sí es lo único que desarrollaron ellos. Y entonces.、Es、correcto. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que si todo. El sistema, bueno, el sistema operativo siempre se habla del MS2. Realmente no fue, no fue el único. O sea, la historia de bueno,、eh. de, de, del MS2 y demás es, es ya es bastante conocida. Y, pero básicamente iba a salir con, con PC2, porque entonces no se llamaba MS2, con PC2, con CPM. Y yo juraría, es que lo he estado buscando, pero no lo encuentro. Yo juraría que había un tercer sistema operativo planificado, por sí, lo menos. El Pascal. Puede ser. Sí, va ser、eh, Pascal. Era, es que no me acuerdo, es no sé qué Pascal, que era un sistema operativo que se supone que era una máquina virtualizada. Es como una especie de, de Java, ¿vale? De máquina、sí. virtual de Java, en la cual pues, tú programas pues,、eh, tus aplicaciones en el sistema operativo y los podrías llevar a cualquier máquina que tuviese ese sistema.、Eh, ese sistema no se comió nada, o sea, realmente lo pusieron de forma anecdótica. El sistema operativo que llevaba, aparte de MS2, que,、eh, digamos, MS2 es la versión de Microsoft, cual, la que vendía con los、uh -huh. equipos de los que hablaremos luego, y PC2 es la versión de, de IBM, ¿no? la que le regaló Microsoft a IBM y la que sacó IBM casi hasta la o sea, mitad de los 90. Inici inicialmente era PC2. O sea, MS2 como tal no existía porque Microsoft、uh -huh. solamente se l a había vendido a. A、IBM, todavía no había no había clónicos, no se había vendido nada más. Aunque tenía, Microsoft tenía los derechos y podía hacerlo, pero todavía、sí. no lo había hecho. Entonces, pues vale, pues PC2. Pues vale. Bueno, y el otro sistema, el CPM,、uh -huh. era el ordenador que se usaba p、pues, u el s e Imsai, el Altair y tal, y un montón de. m s t r a d por ejemplo. o c ó m s Amstrad están con esto? Bueno, algunos modelos, ¿no?、Sí. De PZW, puede ser.、Uh -huh. Bueno, pues el CPM básicamente es el sistema del cual se copió, se supone, <risa> MS2, ¿vale? Eh, Tim Patterson, lo, como, no, como no había un sistema para. O sea, un CPM 16 bits, creó el, el, el Q2. Y básicamente se rumorea, o se dice, que le hicieron firmar los papeles de confidencialidad a la mujer de. Hostia, ¿cómo se llama el creador de, del CPM? Ahora no, no me acuerdo.、Ay. Bueno, no, no pasa nada. El creador del CPM、pues、estaba de, de viaje. no estaba en c a s a Gary Kindle. Vale, muy bien, sí, Gary Kindle. Y su mujer dijo que ya no firmaba nada, que ya viniesen más tarde. Y IBM, que son una gente seria, pues se fueron a hablar con Microsoft. Y se supone que Microsoft, como vio que estaba en un limbo el tema del sistema operativo, y ellos ya sabían que Tim Patterson había sacado un sistema operativo que funcionaba en procesadores de 16 bits, dijeron: Tate, no te preocupes que nosotros tenemos sistema operativo. Una cosita, es que claro. Nosotros, cuando hablamos de Microsoft, pensamos en el gran gigante que es ahora o que ha sido durante los 80-90. O sea, Pero en el 81, bueno, en el 81 es cuando sale el ordenador, con lo cual en el 80, Microsoft a lo mejor eran 14 tíos. O sea, y tener un acuerdo con IBM para un ordenador de,、eh, de IBM con tantas ventas, o sea, eso iba a ser una inyección de capital impresionante. O sea, Bill Gates, si tiene que picárselo él sin dormir durante tres meses, lo hace. O sea, eso era una oportunidad de negocio impresionante. O sea, tiene que salir. Si él no te puede, si él no te saca el sistema operativo y esto se va a la mierda, me cago en todo, te lo hago yo. <ríe> yo te voy a arriesgar más, te voy a decir que eran menos de 10 personas antes de, de pactar con IBM en, en Microsoft. Y básicamente se dedicaban a intentar buscar un negocio, o sea, olían a ver qué, qué había y después、eh, a sacar Microsoft, o sea,、eh, versiones de Basic. Compiladores de BASIC para, para diferentes. Perdón, intérpretes de BASIC para diferentes procesadores. Sí, es que realmente t e n e m o s un acuerdo con, con Digital r e s e a r c h que son los creadores del CPM, en el sentido de que、uh -huh. Microsoft no se metía en el mundo de los sistemas operativos y ellos no se metían en el mundo de los lenguajes de programación. Entonces, claro, cuando IBM le dijo, bueno, y para el sistema operativo, sí, hablar con estos tíos. Y fue por eso por lo que IBM fue a hablar con, con esta gente. Entonces, lo que les dijo, o s sea, la, la leyenda, que no sé hasta qué punto es cierta, Es、mm -hmm. que Microsoft, o sea, Bill Gates le dijo a, a Gary Kindle: Oye, os mando unos, unos invitados, por favor, hacerle caso. O sea, no podía decirle: Os mando IBM, porque entonces había roto los acuerdos de confidencial, confidencialidad. Confidencialidad, que no me sale.、Eh, os mando aquí unos <risa> colequitas, a hacerles caso, que esto que puede ser algo gordo. Y la leyenda dice que cuando llegaron los IBM, Gary Kindle estaba haciendo, no s sé, parapente o alguna cosa de esas. Estaba volando Z, también, con una vioneta, pero claro. Sí, o alguna cosa de esta, s sí. <risa> Es una leyenda, eso no, no lo sabemos seguro. De hecho, Gary Kindle lo, lo dice que no, ¿eh? que él, él simplemente está haciendo e o ¿Cómo voy a estar haciendo, haciendo, haciendo eso?、Cosas. Sí, sí, sí. dice: ¿Cómo voy a estar haciendo eso? La leyenda ha quedado como que él estaba por ahí de juerga y la mujer dijo: ¿Qué me estás contando? Nada, n a toma por culo. ¿Qué IBM ni IBM? <risas> bueno, entonces, digamos que tenemos a el ordenador, el IBM PC ya, arquitectura. Yo la voy a llamar abierta,、uh -huh. ¿vale? Porque todo el mundo podía fabricar para, para, digamos, para el ordenador su hardware y su software. Y tenemos. Pero para ser、eh... compatible necesitas tener la BIOS.、Uh -huh. Y la BIOS、eh, es de IBM y tú no puedes copiarla. Entonces puedes montar un ordenador como IBM, pero que no va a funcionar.、Uh -huh. O sea, con todos los mismos componentes, pero le falta la BIOS. Porque el sistema operativo también presupone que las funciones de la BIOS están ahí. Sí. Entonces, tú no puedes usar el m s d o s de Microsoft tal cual está porque está hecho para esa BIOS. Sí, sí, porque las interrupciones, digamos, del sistema operativo, pues、eh, las tienes que adivinar. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, hace, qué, qué, qué trama la gente que dice, oye, no podemos hacer、eh, nada más que componentes, pero ¿y si pudiésemos hacer un ordenador igual que el de IBM? Realmente, al principio, de hecho,、eh, el IBM PC está al éxito. Que se c r e a n un montón de proyectos para crear hardware、eh, y software para él. De hecho, te suena un tal Michael Dell. Así por el、sí, nombre, me, a lo mejor. Poquito, por lo menos el apellido, ¿no? <risa> pues este señor empezó.、Eh, lo que hacía este señor es que hay un libro,、eh, Direct From Dell, que el tío cuenta cómo empezó. Y es en su, en su habitación, en su dormitorio, lo que hacía es que compraba ordenadores IBM,、eh, compraba componentes, los modificaba, o sea, los tuneaba, les ponía más memoria, les ponía componentes mejores y luego los vendía. Y así es como empezó de él en el sector de la informática. O sea, ensamblaba IBMs Compra, con hardware sí, compraba IBMs, comprado por ahí. Compraba IBMs, p el IBM básico. Entonces, la memoria, en vez de comprar la de IBM que te cuesta un ojo de la cara, es como Apple. Apple la memoria de Apple cuesta un cojón y medio y los discos duros、sí. más. Pues, pues tú imagínate compras el modelo más básico, lo abres, le pones memoria mucho más económica, lo e p n e s Lo tuneas tú y vendes este ordenador Apple con estas, con, con estas características.、Sí. Y mucho más barato de lo、claro. que sería comprárselo a Apple. Pues eso, pero de, con hay, IBM. Hay que decir que el, el IBM básico, si no me equivoco, venía con 16K de memoria RAM. O sea, sí. Viene. No,、poquito. no, creo que. Espera, sí, sí, con 16. Un procesador Intel 8088 a 4,75 MHz.、Uh -huh. eh... y, y ya. Y ya. <risa> y, ya. Y, y, y, y. Sí, exactamente. De... Te podías comprar la MDA, que era la, la tarjeta gráfica, digamos,、uh -huh. modo texto, que venía con puerto paralelo, si no me equivoco, o una CGA. Sí. Que e o n u cuatro colores.、Poncarte. Y eso por 1.600 dólares, 1.595. Y si lo querías con dos disqueteras y tal, ya ponle 4.000 pavos de la época. Sí, tranquilamente. Y era barato, para IBM era muy, muy, barato. muy barato. O sea, pensemos que el CP, el, el 5 000, porque este, el, el número de series es de 5.150, siguiendo、uh -huh. con la serie de los 5.100. Pues el 5.100 era, n como lo dije antes, ¿no? Es como 6.000 pavos. Por ahí andaría、sí, la pasada. Sí, s no,、sí. 8.000 y pico, has dicho 9.000, sí sí, sí, sí, una pasada. Una, una pasta, sí, exactamente. Entonces, pues eso, que se hincha a vender, de hecho, consigue, en un año consigue vender 100.000 unidades, cuando, por ejemplo, Apple con el Apple II, que era el gran éxito, necesitó 3 años para llegar a las 100.000 unidades. Y... Sí, sí, o sea, básicamente el IBM PC estaba acabado, o sea, no había existencias nunca de, de IBM PC, ¿Y? por eso salieron los compatibles. Y realmente, como ordenadores, sí era una mierda, o sea, era lento, era feo, pero era IBM. Era IBM. Eso sí, era duro como una piedra. Y, no digas, y no, digas, no digas que era feo, por favor, es una preciosidad, ojalá tuviese uno aquí ahora mismo, lo, para ponerlo en w a l l a pop. <risa> pues sí. No, no, era, era chulo. Para... A ver, ¿cómo, ¿cómo os lo diría?、Eh... Los ordenadores, yo q u é sé, de estilo Commodore, Amiga, que son teclado, el Spectrum, son muy bonitos.、Eh, los ordenadores antiguos los vemos como armatostes amarillentos, ¿vale? Pero realmente,、eh, si los comparas con estas torres que fabrican ahora de gaming y tal, a mí, a mí me parecen preciosos. Son muy vintage. p e r d o n a p e r d o n a que te he i n t e r r u m p i d o estabas con d él. No, no, no. Él? <risa> no, no era, era un ejemplo de exactamente cómo la industria que se crea. A partir de, del IBM PC. Pero es una que orbita sobre el IBM PC. Entonces, lo que se le ocurre. Realmente hay dos empresas.、Pues、seguramente haya más. Pero hay dos que consiguen tener éxito. Una que es. Lo tengo por aquí apuntado. Es.、Eh, bueno, la empresa no es el ordenador. No sé cuál es. Es en Canadá que sale el Hyperion. Que es un primer ordenador compatible con el, con el PC. El problema、uh -huh. es que no es 100% compatible. Vale. Pero. Vale, vale. Pero sí que, e a e decir, lo que hace es que reemplaza la BIOS. Um, vale, no la copia, Entonces... pero la reemplaza.、Uh -huh. Es relativamente barato, es relativamente potente, pero no es 100% compatible. O sea, si tú le instalas el, yo sé, el MS2, bueno, el PC2,、uh -huh. más o menos que... funciona, pero no 100%. Es como un emulador de, yo sé, de, de PS3. Cosas que sí, cosas que no. Vale. Es como comprarte un Spectrum de, de Inves, ¿no? En lugar de. de Yo de, creo que. Yo creo que menos compatible. Es más tipo. Tengo. De PS3, ¿eh? Vale. He leído unas cosas que no sé si son verdad.、Eh, que se supone que las dos pruebas para saber si un ordenador era 100% compatible. Porque luego, luego ya no era PC compatible. Era PC 100% compatible. Era si se podía ejecutar en MS2 el Lotus 1.2.3 y el Flight Simulator. Pero al Lotus 1.2.3 aún le quedan un par de años. El Otus 1.2.3 saldría, estaba en CP, B y s a l r í 4. Creo que es 85. No, no, antes, antes sale en, en MS2. Sí, sí, pero en el. Creo que lo tengo por aquí apuntado, el 1.2.3. ¿No lo tengo apuntado? En el, en el, ah, no. Pues no, tienes razón, en enero del 83 sale el 1.2.3. El Otus 1.2.3. Y el Fly Simulator que saldría un poco más tarde, pero digamos que eran las dos pruebas que se hacían para、sí. saber si un ordenador era 100% compatible. Supongo que por las llamadas al sistema operativo de bueno, las interrupciones de BIOS y tal. Digo yo. De hecho, escuché que a partir de no sé qué versión de MS2, porque, claro, Microsoft intentó también meterse en el mercado de las aplicaciones, porque ahí es donde estaba realmente la pasta. Porque el sistema operativo, vale, tú lo compras, pero compras uno, suponiendo que lo pagues.、Uh -huh. Pero las aplicaciones es otra cosa, porque necesitas un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos, un no sé qué, un copión, un no sé cuántos. Y ahí es donde realmente estaba la pasta, más que en el sistema operativo en sí. Y ahí existe la leyenda de que hay algunos m s d o s en plan de que si el comando que ejecutas es un 2-3, que des errores aleatorios. A saber si es verdad o no. Vale, vale. Bueno, el caso es que esta gente, lo que digo a los canadienses, el ordenador que sacaron fue en enero del 83. Y el problema es que no era 100% compatible. O sea, no llegó a ser、Ostras. ningún éxito y de hecho es bastante desconocido.、Eh, yo, o sea,、eh, documentándome para esto es cuando lo he, lo he encontrado, que fue realmente el primero de. No, yo, r Iperion... Ni me sonaba.、Eh, a mí me suena más bien el compact portable del 82. n、no, en el 82. 80... Como el primer modelo 100% compatible. No no, no, no, no es del 82, es del 83. O sea, el, el primero que salió es de enero del 83 y en marzo del 83 sale a la venta el compact portable. Otra cosa es que se hubiera anunciado antes. Pero el compact、ah, portable vale, vale. es. Bueno, el proyecto sin、sí、hacer en el 82. Pero en el, en el 83, en marzo del 83 es cuando sale el compact portable. O sea, es un.、Vale. Es el, yo Usa el mismo procesador, el 8088 de Intel a 4,75 m e g a h e r c i o s Ya viene con 128K de RAM, o sea, no es de los 16, ya es con 128, que es ampliable a 640K. La pantalla es de 9 pulgadas, que es monocolor. Ya、uh -huh. trae también la tarjeta la CGA. Y trae o dos discateras de 5 y un cuarto de 360K, o si quieres una discatera y un disco duro de 10 m e g a s Y el modelo básico,、Uf. con las dos discateras,、eh, cuesta 3590 dólares, iba a decir euros.、Uh -huh. Un máquina, a n Sí, sí, sí. ¿eh? Muy, sí muy o sea, a, al lado de IBM, realmente era una buena máquina. De hecho, el Hyperion realmente era más barato. Lo que pasa que la ventaja que tenía c o m p a q que no tenía Hyperion, es que Compac es 100% compatible. e、vale. j、uh, e c u t a el software. Si funciona en un IBM,、eh, tanto el, el m s 2 el l o t u s 1 2 3 el Flight Simulator, si funciona en un IBM, funciona en un c o m p a q y cómo han llegado a esto? Que es la, esa es la gracia. Claro, porque es decir,、eh, realmente, esto para, o sea, para conseguir sacar una, este ordenador se gastaron un millón de dólares en compact. O sea, empezaron tres tíos que pusieron cada uno mil dólares y, <ríe> y tuvieron que buscar inversiones privadas y demás. Y sobre todo, fue un gran trabajo, tanto de ingeniería, sobre todo, como a nivel de, de abogados. Hay un documental que se llama Silicon Cowboys, quiero recordar. Que todo esto、uh -huh. lo cuenta bastante bien. Entonces, c o n t r a t a con un montón de abogados expertos en, en demandas de, de patentes y cosas de estas,、eh, que básicamente se han leído exactamente qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces,、eh, lo que descubren es que un ingeniero puede、eh, hacer ingeniería inversa. De, de la BIOS de IBM, que eso fue exactamente lo que hicieron. El problema... Eso es lo de la habitación blanca sí, que se llama. El problema es que ese ingeniero, digamos que ya lo ha visto funcionando, no puede, coger y ese ingeniero no puede copiarlo. O sea, no puede hacer un diseño suyo propio porque ya ha visto el original. Entonces,、eh, los abogados de IBM podrían decir que, claro, que sí, si、sí, tú lo has hecho nuevo, pero te has basado en lo que has visto. Con lo cual, en cierto modo, aunque no pretendas copiarlo, lo estás copiando. Entonces, un primer、uh -huh. ingeniero. crea una especificación De exactamente lo que hace la BIOS de IBM. O sea, cuando、eh, en tal sitio está la interrupción, no sé cuántos, para ejecutar no sé qué tienes que poner bits en tal sitio, o sea. No hace, no hace una implementación. Lo que hace es una especificación de cómo tendría que funcionar, cómo funciona la BIOS de IBM. Y otro ingeniero que no tiene nada que ver con este, que no ha visto un PC en su vida, implementa una BIOS que hace exactamente lo que dice la documentación del primero. Y entre ellos dos no puede haber comunicación. De forma. Claro, y luego esto, pues cuando haya de juicio, tienes que documentarlo y dejar muy claro cómo se ha hecho, para asegurarte de que un abogado no puede decir, sí, ya, bueno, no, no, no, no así se ha hecho, de esta manera. Tienes que ser capaz de demostrarlo. Hostia, pues, me estoy dando cuenta de que, de que Tim Patterson se folló, perdón, con, por la palabra, se folló el CPM. <risa> Digamos que lo podían haber denunciado bien. <risa>、sí. Vale, vale. Por lo menos, bueno, o pues e n t o s d e IBM. <risa> también, también es verdad. Entonces, tenemos que dos años después del lanzamiento de IBM, aunque es un poco falso, porque realmente IBM se anuncia en agosto del 81, pero las primeras unidades no se venden hasta octubre, o sea que realmente.、Sí. Y, y además eran para empleados de IBM, o sea, eran los propios empleados de IBM los que se acaparaban las primeras ventas, con lo cual estamos hablando de que realmente se empezó a vender en el 82 el IBM a, a, a expuertas, ¿no? Todo lo que sacaban se vendía,、sí. y el año siguiente ya teníamos dos clónicos. Sí. Sí, un año y pico después ya tenemos dos clónicos. Muy bien, muy bien. Y、eh, digamos que todo el mundo、pues、fue comprando esa BIOS, ¿no? Alternativa. Digamos que, que alguien licenció esa BIOS. De hecho, había una empresa que, que no hacía ordenadores, que simplemente、eh, copió la BIOS de, de IBM y la vendía, la o sea, licenciaba a otras empresas. Una vez que ya has mostrado cómo se puede hacer, ya saldrá、uh -huh. gente que lo hará como tú. Es decir, hasta claro, ese momento、perfecto. meterse con IBM era meterse con un bicho muy grande. Pero si alguien ha demostrado cómo puede hacer para sacar algo legal capaz, compatible con IBM y que IBM no te pueda tocar las narices, entonces tú haces lo mismo. O s e a s i te has inventado ha jurisprudencia. O sea, tú puedes argumentar、Ajá. exactamente lo mismo. Pues mira, yo he cogido las especificaciones de Compact y he hecho mi propia BIOS. <risa> muy bien. Y básicamente,、claro. pues lo que tenemos es un mercado que se le fue a IBM de las manos, ¿no?、Mm. O sea, en lugar de que haya IBM PCs, había un montón de PCs y IBM era un jugador más, ¿no? En la partida esta de vender ordenador. e s Lo que pasa es que era jugador más grande y seguía siendo, <risa> claro, el que mandaba. Lo que, pasa, sí, sí. Lo, que, lo que te decía de lo de copiar, por ejemplo, aunque lo hayas visto,、eh, es que,、eh, por ejemplo,、eh, estuve leyendo un libro、eh, que hablaba sobre el tío que hizo el teclado de, del iPhone. Entonces,、eh, en Apple,、eh, después del Newton, el Newton tuvo muchas críticas y fue ridiculizado、eh, por el teclado. Se supone que era reconocimiento de la escritura. Tú escribías y eso interpretaba tu escritura. Y el problema está que fallaba, o sea, tenías que entrenarlo y aún así fallaba muchísimo. Y había mucha serie de chistes y muchas bromas y demás. Y digamos que eso e s c o c i ó mucho en Apple. Entonces, cuando se、Ajá. fue a sacar el, el iPhone. Ahora verás por qué digo esto. Mira, <ríe> es que tiene que ver esto con c o m p a Cuando se fue a sacar el iPhone. Lo que hicieron fue、eh, dedicar. O sea, llegó un momento en que se paró completamente. O sea, todos los ingenieros que están con el iPhone se paran y todos van a intentar sacar una implementación de cómo debería ser el teclado. O sea, pensemos que todavía no existían los smartphones táctiles. O sea, los están inventando. Y pues no sé si habría cuarenta y pico o cincuenta y pico tíos en, en Apple trabajando en esto y cada uno. Y, Eh, con su visión de cómo debería ser. Y entonces lo que se hacía es que se probaban y el que mejor funcionara se iba a seguir por ahí. O sea, tú、uh -huh. p i e n s a durante el tiempo que e s t u v i e r a un mes, dos meses, lo que fuera, 55 ingenieros o 50 y lo que sea, trabajando solamente en eso. Y luego se quedan con uno y ese uno es el que, que, es el que ha escrito el libro, pues todas las iteraciones que tiene, hasta todas las cosas que va probando, hasta que da con lo que nosotros al final, cuando vemos el iPhone, el teclado que tiene. Entonces, todo ese、eh, tiempo que han estado trabajando, toda esa inversión en, en tiempo, en dinero,、eh, tú llegas, ves cómo funciona y, y lo copias. Entonces dices, vale, solamente、sí. he copiado la idea, ya, pero lo estás viendo funcionar.、Uh -huh. A eso me refiero. Sí, sí, o sea,、eh, teníamos la BlackBerry que era la hostia, ¿no? Con su teclado, además iba rápido y tal, pero a la que vimos el teclado táctil, la BlackBerry se, se fue a la mierda.、Uh -huh. Básicamente,、oh, un ejemplo que también es de Apple que me encanta también sobre esta cosa es, por ejemplo, los cuadros de diálogo、eh, para aceptar una cosa tienes OK y Cancel. Pues resulta que inicialmente no eran OK y Cancel, eran Do it y Cancel. Pero eh, claro, eh, eh, cuando estaban diseñando e l interfaz g r á f i c o o sea, a lo mejor había 50, 100, 200 personas que habían visto un teclado, o sea, un ratón en, en su vida y el resto de la gente no tenía ni puta idea de lo que era eso. Entonces,、eh, claro, tú vas a intentar vender un ordenador. Que vas a obligar a que se use con el ratón. La gente va a saber eso cómo funciona. Entonces cogían gente de la calle y les hacían pruebas. Gente, además nunca repetía. Siempre cogían un montón de gente, les hacían una prueba, los grababan en vídeo y la siguiente otras personas distintas. No, no, probaban, con la, no probaban con las mismas. Bueno, pues entonces、ah. a esta gente、eh, resulta que、eh, a lo mejor les pedían, pues prueba a borrar un fichero, prueba a mover un fichero de una carpeta a otra, cosas así. Y resulta que había、eh, un porcentaje demasiado alto. Porque también, o sea, si tú ves a una persona manejar el ratón por primera vez, yo lo digo por mis hijas. Cuando le dices, dale aquí dos veces cómo lo cogen, cómo. O sea, a, a poquito pillas práctica, pero al principio no saben pinchar, no saben arrastrar, son muy torpes.、Uh -huh. Pues、eh, era gente que era capaz, o sea, que a lo mejor tenían que borrar un fichero, y es、sí. gente que es capaz de deducir que tiene que pinchar, a r r a s t r a r a la papelera, y cuando le sale el cuadro de diálogo diciendo que si está seguro, le daban a c a n c e l p e r no estaban seguros, ¿no? No, y, no,、si、el porcentaje, no. La prueba es: bórralo. Y claro, el porcentaje era muy alto. ¿Y por qué? Eso sorprendía a la gente. O sea, ¿cómo puede ser alguien que sea capaz de, Porque claro, alguno que se equivoca a darle, o que no sé qué, o que no lea bien. Pero el porcentaje era demasiado alto. No tenía sentido. ¿Cómo alguien que es capaz de entender que esto hay que hacerlo así, luego va y le da c a n c e l A ú n n o puede pasar, sí, pero. Demasiados. Y. Ahí, en folclore.org está esta anécdota. Es, es una web que va sobre los desarrollos de Apple, contando, del Macintosh, contando este tipo de cosas. Y había, no recuerdo exactamente este tío quién era, pero el caso es que había uno、eh, durante una grabación y vio que uno solo no solamente le daba cáncer, sino que encima se enfadaba. Y claro, <risa> ya pues, pues cuando terminó, se acercó a decirle que por qué se había enfadado. Y lo que le dijo el tío es que por qué me ha insultado el ordenador. Por qué me ha llamado Dolt. Dolt? O sea, si, si te fijas. ¿Dolt? Dolt. Anda, ¿y qué significa n inglés? Es、eso? como borrego. ¿De verdad que quieres hacer esto? Primera opción, borrego. Hijo puta, cancela. <risa> o sea, el tío se enfadaba, claro. Si tú ves la tipografía, si pones、eh, D mayúscula, O y luego la I mayúscula, al no tener los palitos ni tener punto,、eh, había mucha gente que la confundía con una L y pensaba que le estaban insultando. Entonces, vale, vale, vale. claro, entonces lo cambia, ok. Entonces tú cuando p todo esto, claro, tú p i e n s a en tiempo de desarrollo, pensarlo,、eh, la investigación, las pruebas. Eh, llega a Microsoft, ve cómo funciona y dice: Ah, puta madre, ok, cancel. Lo copio. Entonces, todo, ese, todo ese dinero, toda esa inversión, ya la ha hecho otro. Se la ha ahorrado. No, no, desde luego, si hubiese seguido como MS2, que era. Le, teníamos las tres opciones aquellas que no servía ninguna, ¿no? Cancelar o medir. Ah,、sí. ah, no, acuerdo. Uf, madre mía. Bueno, Horrible. Y, y todo esto para explicar ¿eh? por qué、eh, el ingeniero que, que hace la ingeniería inversa no puede implementar lo otro. Y por qué los abogados、uh -huh. Vale, porque por tiene. Tiene que salir de, de su cabeza, digamos. O sea, el, el que vale, lo hace、vale. no puede haber visto el original. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, Me, entonces... me he enrollado mucho para explicarlo, pero básicamente es por eso. <risa> entonces, tenemos un montón de fabricantes, seguramente de piezas de IBM, ¿no? Y, y gente nueva que entra en el sector,、uh -huh. que de repente, ¿no? Pues pueden sacar su propio PC.、Uh -huh. Lo que pasa es que IBM seguía tirando mucho. Y durante muchos años, hasta el 87, creo recordar,、eh, lo que. IBM era el mayor fabricante de PCs del mundo. O sea, que en el 87 es cuando. Porque c o m p a q al principio, claro, sacan esto y empieza a vender. O sea, me parece que el primer año. Sí, lo que tengo aquí. El primer año vende 53.000 unidades. Que traducido en dinero son 190 millones de dólares de ingreso. O sea, para una empresa que se acaba de fundar con 3.000 dólares el año anterior. O sea, y el año después alcanza los 500 millones. O sea, es la empresa que más rápido ha crecido. Es la primera empresa que en un año y medio ha conseguido 500 millones de, en ventas. Entonces, bueno, claro, IBM por supuesto demandó a Compact porque. Pero vamos, que no. Que pudieron. O sea, que no. Eso no llegó a ningún sitio. Sí, sí. No, de、uh -huh. hecho, Compact ya l l e g a d o a nuestros días. O sea, sí, sí. Sí, sí. De hecho, IBM ya no fabrica desde los, No sé si desde el 2000 y algo, ya no fabrica PCs. Así que. Sí, tenía la Lenovo que la vendió, sí, vendió a, a una empresa china <ríe> y ya se, se deshizo del de lastre este, digamos. Bueno,、eh, yo aquí tengo tres、eh, noticias de, de la hemeroteca de ABC. ¿Sí? ¿Vale? Son del 87, del 88 y del 89. ¿Vale? En el 87, la noticia decía así: el mercado de ordenadores personales, entre paréntesis PC, ¿vale? Pendiente de la reacción de IBM. Se espera la comercialización masiva este verano. Y más o menos,、eh, la noticia es que, que claro, que, esto, que todo el mundo está empezando a sacar. Eh, ordenadores personales, pero que no son ordenadores hechos por, por la misma IBM. Esto en el 87.、Uh -huh. En el 88, el titular es este: Las principales compañías de ordenadores personales se unen contra el gigante IBM. Esfuerzo conjunto para mantener el estándar actual. Y aquí tenemos que IBM, como, digamos, solo tenía patentada la BIOS y la BIOS、eh, ya se la habían, digamos, copiado. O habían hecho una BIOS nueva que hacía exactamente lo mismo. Pues, ¿qué dijo? Dijo: Pues, oye, como tenemos el puerto ISA, yo voy a sacar otro puerto diferente. ¿Vale? Y, y oye, sacaré mis propios componentes o encargaré que fabriquen mis componentes y ya los demás que se apañen. IBM sigue siendo IBM.、Mm. Pero, ¿qué pasó? Que IBM estaba vendiendo tan poco que al final tuvo que retractarse porque, porque es, se vendían menos. Es que realmente IBM, o sea, ya en el 84, en, bueno, en el 85, es cuando, digamos, que empieza a cocerle lo de los, lo de los compatibles. Y les cuece tanto que está dispuesto a cambiar, o a sea, decir, vamos a hacer ahora que el PC sea un ordenador IBM-IBM. O sea, nada de ensamblar, vamos a crear un ordenador en condiciones. Y se crea una nueva arquitectura que es la MCA, que no me acuerdo qué significa ahora、uh -huh. mismo. Uy, no, no me acuerdo. Igual está aquí en el artículo. Entonces la arquitectura. Microchannel. Micro sí, pues esta arquitectura realmente es bastante avanzada porque básicamente se puede codear con, con PCI. Y PCI es unos años p o s t e r i o r Mientras que lo, los compatibles estaban por un puerto que se llamaba e i s、sí. a Que era. El ISA extendido. Sí, sí, sí. Era, inicialmente he regalado 8 bits, luego sacaron el ISA que creo que era 16, y MCA era mucho más avanzado. Además, yo recuerdo que, e s t o sea, iba a salir en, en la gama de ordenadores PS2. O sea, IBM dice, de acuerdo, como yo soy,、eh, yo soy básicamente el que tira de la industria de los PCs, vamos a sacar un nuevo modelo, todos me van a seguir, pero esta vez, para evitar lo que ha pasado,、eh, vamos a hacerlo de otra forma. O sea, tú me la puedes licenciar, a arquitectura MCA esta. Que es muy avanzada, tiene un montón de cosas. O sea, la he blindado, básicamente, para evitar que me pase lo del a b i o s de Compact. Querían hacer como, como el beta, ¿no? Con, con Sony con beta. Sí. Sí, sí, sí, sí, exactamente. El problema está que nadie le sigue. ¿Por qué? Porque licenciar eso, aparte de que es caro, IBM tiene una cosa muy graciosa y es que te dice que, que tienes que pagarles no solo por cada ordenador con MCA que vendas, sino por cada ordenador que vendas tenga MCA o no. O sea, tú piensas, por ejemplo, en gente como Commodore. Si tú licencias,、sí. porque Comodore, o sea, por cada amiga tendría que pagarle a IBM. Por cada Comodore 64 tendría que pagarle a IBM. Pero no por cada ordenador futuro que vendas. También con carácter retroactivo. Cada ordenador que hayas vendido me tienes que pagar una licencia. Hostia, pues yo creo que, que ahí se, se pasaron un Exactamente. poco. Exactamente. ¿no? Me extraña que la gente pasase de ello. Y luego, aparte de cometir, e o sea, realmente la arquitectura MCA estaba muy bien. Pero cometieron dos errores. Luego también el sistema operativo. Crearon un sistema operativo nuevo, el OS2. Que debería ser 100% compatible, pero no lo era. Piensa que esto salió en el 87. En el 87 eh, eh, venía sin interfaz gráfico.、Mm -hmm. <risa> bueno, alguna, alguna cosa había hecho Microsoft, pero, sí, sí,、eh, pero era muy cutre. Windows 1.0 ya existía y Windows 2.0 también existía. El problema estaba. En que básicamente eran irrelevantes. O sea, prácticamente no había software. Para Windows 1.0 es el que sacó Microsoft y alguna cosilla más. Para Windows 2.0 había algo más, pero nadie lo usaba. O sea, no, no había software. Los grandes, ninguno había aportado sus aplicaciones para, para Windows 2.0. Y Entonces, además es que tienes un bagaje de software desde el año 81. Bueno, 82, vamos a ser francos, porque en el 81 había dos programas ¿sí? que funcionaban en MS2. Eh, pues eh, tienes seis años de software. Que no lo vas a tirar a la basura por, por este nuevo sistema de los dos que no conoce nadie. Además, se vendía como sistema 100% compatible, pero todavía no lo era. En aquel entonces no lo era todavía. Además, iba a ser porque era un buen sistema operativo moderno, multitarea y no sé cuántas cosas más, pero en aquel e n t o n c e s las aplicaciones de, de 16 bits de MS2 no eran multitarea. En el futuro, con,、no, no, con, con S2.0 creo que sí, pero el 2.0 es muy posterior. En aquel entonces no lo era. O sea, no es, no es 100% compatible, es caro y no hay, todavía no había software nuevo. Porque si todavía me dijeras, es que los nuevos.、Eh, muchas promesas, pero software no había. El software que había es el de、uh -huh. MS2, que no es 100% compatible. Entonces te has comprado un IBM PS2, que has pagado un cojón por él, y tienes que usar MS2. Porque OS2. <risa> Pues no es lo、de、que. n、no claro, uh -huh. o Claro, sea, no puedes usarlo para las cosas que quieres. Por supuesto, olvídate de los juegos y un montón de cosas más. Entonces, <risa> bueno, claro. Y en el año. p e r d o n a n o lo digo, que claro. O sea, tienes por un lado IBM que tira por ahí intentando arrastrar. A ver, sí que tiene cosas. O sea,、eh, en esto, e los PS2, tenían cosas ¿no? eh, bastante buenas. Por ejemplo, la disquetera de 1,44 de alta densidad.、Eh, uh -huh. Esa salió con este, con este ordenador, con los PS2. Por ejemplo, la tarjeta gráfica VGA. También salió con esto. La memoria de 72 pines, que antes eran de 30, que tenían que ir en, en módulos de 4, pues la de 72, creo que eran,、eh, eran independientes, o no sé si tienen como mucho de 2. O sea, realmente era una mejora、eh, la memoria. La, la de 72 pines acabó también incorporándose en toda la industria. Y no sé si así iba así. Ah, bueno, sí, el, el, conector,、eh, el conector PS2. Que s o todavía se vende <ríe> n ordenadores con conector PS2. Le he pegado e ratón, por. e o s sea, retrocompatible Sí, sí, o sea, hay muchas cosas que realmente sí que se, se aprovecharon. Pero lo que es l lo verdaderamente importante que era la arquitectura MCA, que para sacar un ordenador compatible con PS2 necesitabas esta arquitectura. Te digo una cosa, tenía un amigo que sí que tenía, su padre trabajaba, no sé qué empresa tenía, y tenían un 286 con esto. Me decía que cada vez que tenía que hacer l o a sea, copiar discos, cosas así, utilizaba el IBM porque tenía un Pentium 100 y el 286 del PS2. Dice que utilizaba el PS2. Porque es que era rapidísimo. O sea, tardaba como, como dos veces menos, o sea, la mitad de tiempo, que el Pentium、uh -huh. 100 en copiar un d i s c o e t e por ejemplo. O sea, eso es por、muy、el、bien. bus、eh, que tenía. O sea, realmente sí que、eh, era una cosa nueva y que estaba muy bien. Pero tenía, tenía dos problemas. Por un lado, el sistema operativo. Luego, lo caro que era. Y como tercera cosa, que he dicho solamente dos,、eh, que, que IBM、eh, se negó en redondo a sacar、eh, un PS2 con el procesador 386. ¿Por qué? Porque eso rivalizaba con o sea, un 386 a tope de power, de memoria y de cosas. Pues、eh, sí. rivalizaba con un mini ordenador mucho más caro y, y con, que, que le sacaba mucho más beneficio. Entonces, i b m los capaba, máximo 286. Querían seguir vendiendo los frameworks. Exactamente. ¿no? Los, los, los mainframes estos de gama baja, estos, los mainframes, p e r d o n así me veo la, la castaña.、Pues、un mainframe de gama baja, pues podía un 386 con bastante por、claro, el, el procesador de 386、eh, a 732 bits. En principio, puede tener hasta 4 gigas de RAM. Pasa o que, y a ves tú, en los años、uh -huh. entonces que te venían con 1 o 2 m e g a s pero en principio podría. Sí, sí, sí. Lo puede direccionar. Exactamente. Claro, tienes que tener un bus en condiciones y la, las memorias tienen que ser capaces, porque claro, meterle 4 g i g a s en, en módulos de esto, de, 32, de 72 contactos, pues son chorrocientos chips. Pero bueno, que por poderse, <risas>、no、se podría. Teóricamente se podía. Entonces, IBM、eh, no quería sacar、eh, un, un, un 386. Hasta el punto de que el primer 386, hasta ahora IBM siempre lo, tenía el, el ordenador más potente. Pero en el,、uh -huh. el 86, Compact anuncia. Eh, el primer ordenador PC con procesador 386. Vale, esto enlaza, si quieres, con la noticia que tengo, que es la última de la, la BC: ¿Sí? que es que en el año 89, Olivetti irrumpe en la guerra de las arquitecturas con su nuevo CP486. Y aquí ya, digamos que, que le dice a IBM que, que se ha quedado en el siglo pasado. Claro, es que por un lado tienes.、Eh, o sea, de pronto, los fabricantes de clónicos tienen dos opciones. O pagar la salvajada que pide IBM o seguir la estela de Compaq. Entonces,、eh, puedes, ya te digo, o pagar el montón que pide IBM o seguir como siempre, con las arquitecturas de siempre que se van evolucionando y apostar por un estándar. Entonces, ¿que IBM sigue su propio rumbo? Bueno, pues que siga. Es un solo fabricante. Muy grande, pero es、uh -huh. un solo fabricante. Y de hecho ya no es el que más vende. El que más vende ahora es Compaq. Sí, bueno, que ni, ni así, porque realmente, pues a lo mejor vendía el 30% del, de los PCs que, se, que, se, que había en total, o sea, había muchísimos fabricantes.、Uh -huh. Mira, para que te hagas una idea, en el consorcio este e ISA estaban nada menos que AST Research, ni idea, pero estaba Compaq, Epson, Hewlett-Packard, NEC, Tandy, w i s e Technology, Zenith Data Systems y Olivetti, entre, entre otros. O sea, casi nada. Casi nada. <risa> Los ordenadores de marca que en mis tiempos, cuando yo me compré mi primer PC, esos eran los de marca. Sí, sí, pues estos eran lo, los clónicos.、Digamos. Claro, entonces todos estos fabricantes tienen o seguir la estela de IBM o seguir la suya propia. Y entonces IBM se encuentra con que es el único fabricante al final que está apoyando la arquitectura MCA con toda la mierda esta. Y todos los demás tiran por el estándar de, de estos ocho grandes. Entonces, como toda la industria va por ahí, pues al final IBM le toca joderse, aguantarse y tirar por el mismo sitio que todos los demás. Y ahí ya se rompe el círculo y a partir de ahora la industria sigue a Compaq. Bueno, Compaq, porque era el líder de los ocho, pero. De hecho, hasta. Me suena que es el mayor fabricante de PCs hasta que lo compra HP en el 2001. Estuve mirando la, la, la lista de fabricantes de p c Lo que pasa es que a lo mejor la cuota de mercado era de un diez y pico por ciento, pero era el mayor fabricante de PCs hasta que HP lo compra en el 2001. Ya,、yeah, ya.、Yeah. Pues,、eh, bueno, igualmente a partir de 2001 yo la, creo que la gente ya estaba con otros i s t e m a n o O sea, habían pasado a Apple o estaban con el Windows. Sí, sí, o con no, no, Linux, sí, sí, claro, o... claro. De hecho, por esa época fue más o menos. No, un poquito después, cuando IBM ya dejó de vender PCs. No, pero、pues、después, no sé si es el 2004 o 2005 creo que fue cuando dejó de vender PCs, se lo vendió a Renovo. Pues,、eh, digamos un poquito la, la historia de, lo, de los clónicos, ¿no? ¿Por qué surgieron? Y por qué IBM.、Mmm, Vamos a decir que la cagó, ¿no? Pero no la cagó solo con esto. O sea, realmente tú tenías un ordenador IBM PC o compatible, pero el compatible existió porque、eh, Bill Gates, esta vez sí, ahora sí que se puede atribuir el, el mérito al tío, en lugar de venderle el sistema operativo o licenciarlo,、eh, lo que hizo fue: no, no, yo te regalo el, el PC2, el PC2 es para ti, pero yo le cobraré al、eh, ordenador o al fabricante que quiera. Digamos, vender un ordenador con mi sistema operativo, lo llamaré de otra manera, pero lo, lo, se lo podré vender. IBM la cagó en eso, porque realmente sí, la gente podía sacar un ordenador igual que el de IBM, pero si no tienes todo el software que llevaba detrás MS2, pues tampoco nos e hubiesen vendido、sí, tantos. Sí, claro. Porque tú, di, dime que c o m p a c t sale con CPM, pues sí, sal, saldrá con CPM o con otro sistema operativo. Pero ya no tienes todo el software que lleva detrás IBM. O sea, al final, el problema es que todos.、Eh, o sea, IBM solamente controla una pequeña parte que es la BIOS. Si hubiera controlado el sistema operativo. O sea, si lo hubiera comprado como tal, tú me lo desarrollas, pero luego me lo quedo yo. Claro, eso no se podría haber hecho. Pero IBM en ese momento, además, el software es que tampoco tenía mucha importancia. O sea,、eh, ya digo, Apple era un. Ya había salido a bolsa, era un gigante.、Eh, IBM, ni te cuento. O sea, realmente, gente que. Gigantes del software todavía no había. Lo, uh -huh. y Microsoft ni siquiera fue el primer gigante del software, fue Lotus con el 1.2.3. Sí, sí, que manda narices. Era la, la aplicación de Killer Application, sí, sí, sí. ¿no? Porque, Porque además, un PC, el 1.3. salió exclusivo para PC. Y era lo más raro, porque la mayoría de las、eh, hojas de cálculo salían、eh, para muchos sistemas. Entonces era un mínimo común denominador. O sea, más o menos, o sea, tú no ibas a poner una cosa que no se pudiera replicar en el Atari o en el, en el Apple o en el que fuera. O en el Commodore. Entonces intentaba sacar una cosa, o sea, que es lo mínimo que funcionan todos. Entonces,、eh, en cambio, al ser exclusivo del, del PC,、eh, tú p o d í a s utilizar、Funciona、todas las caras.、Uh -huh. Claro, claro. Esa, utilizabas todas las cosas que te permitía el PC. Entonces era el más rápido con diferencia. La hoja de cálculo más rápida con diferencia. Exclusiva de PC, pero como PC resulta que era el ordenador corporativo en ese momento, pues.、Sí. Pues vale, te has limitado al mayor fabricante. Vale. Los oyentes que hubiesen tenido MSX, ¿vale? que se h a g a una idea que no es lo mismo hacer una conversión de Spectrum, ¿no? de un juego español, que no hacer un programa aposta, ¿no? un juego apuesta para el MSX, pues más o menos es lo mismo. Sí, algo así. Aprovechando las características de la máquina, n o que dirían ellos.、Sí, sí, m u、sí. Yo, de hecho, cuando me quiero meter con alguien de MSX, l e digo, ah, el, el emulador es el de Spectrum, ¿eh? es lo que tenías tú, ¿no? Uy, hoy casi he tenido un lío en un grupo de amiga de, de Telegram porque se me ha ocurrido、eh, poner algo de, de MS2, no me acuerdo, que, que he puesto he lo de Indiana Jones, a lo mejor, que, que, que acaba el Indiana Jones a n el Feed of Atlantis y he puesto algunas capturas en, en MS2. Y, y me han dicho, bueno, y digo en coña, la competencia. Me dice, uy, la competencia, ja, ja, ja. <ríe> se me han reído en la cara, tú, los amigueros. Un saludo de aquí a todos los amigueros. O sea,、eh, como es en este cultur de reto entre amigos, recuerdo que q u en e el 95 estaban los amigueros diciendo, w i n d o w se s va a la mierda. Porque fíjate, ahora es el, el sistema operativo el que te dice a ti cuándo puedes apagar el ordenador. O sea, w i n d o w se s va a la mierda. Sí, sí, sí. Bueno, la amiga ya se había ido. Poquito. Sí, la verdad que sí, que en aquel entonces ya c o m o d o r o ya se había dado la mierda. Ay. Pues nada, tú, una, una anécdota buena, ¿no? Estos PC compatibles, ¿no? Estos clónicos, y por, ¿y por qué fueron clónicos, ¿no? O sea, ¿por qué la gente pudo fabricar? Porque realmente no hay por ahí empresas que fabriquen Commodore 64, ¿no?、El、Commodore 64 lo fabricaba el Commodore 64. O sea, Commodore, perdón. Pero IBM, PC、sí, compatibles, a p u n t a b O sea,、para. eso pasa, por ejemplo, con Spectrum, con, con muchos, con los ordenadores que tienen éxito, sí que salían de vez en cuando clónicos, pero a poquito éxito que tenían, llega la empresa madre y los demanda y, y se los folla, hablando en plata. El, la cosa es que Copac no pudo hacerlo porque realmente lo que ha hecho Copac es lo mismo que ha hecho IBM: ensamblar un montón de componentes y crear una BIOS. Y, pero la BIOS que ha creado no la ha copiado de IBM porque si lo hubiera copiado, pues ya habría tenido un problema. Sino que ha hecho una nueva、sí. que funciona como la tuya. Sí, sí, pero es mía. Entonces, claro, es, claro y, y el sistema operativo, si, si Microsoft si IBM hubiera comprado el sistema operativo, pues claro, vale, pues me licencias el sistema operativo, pero no como el sistema operativo se lo licencias a, a Microsoft y Microsoft está contento con licenciarlo, pues que te cagas. Ya ves. Ahí Microsoft se, se encumbró. Pero bueno, el dominio de, de algo no, no dura eternamente, ¿no? O sea. Primero fue MS2, luego fue Windows, ¿no? Pero ahora yo creo que, que es Google, ¿no? El que nos domina a todos. í、sí, con, con Android. Ese por, con ese porcentaje、Estuve、de o r d e n e s Estuve viendo que no sé si había como 300 y pico millones de ordenadores en el mundo y mil, no sé cuántos smartphones con Android. Sí, sí, una pasada. Pues nada, oye, vampirro,、eh, Javi, muchísimas gracias por habernos explicado esto. No, La verdad es que me lo h e pasado muy bien. Y te voy a pedir un favor, que seguramente nuestros oyentes no han tenido、dice、tiempo de guiar todas. Perdona, dice mi mujer que soy,、sí. que soy a veces al hablar un poco pedante. Mis disculpas si sueno como tal. En el fondo siento enrollado, n q u e no lo parezca. No, no, no me ha parecido nada, nada pedante, la verdad. No... Bueno, por mi parte. <risa> bueno, pues、eh, lo que yo creo que, que a la gente no le ha dado tiempo de apuntarse las referencias. Sí que te voy a pedir que para las notas del programa me, me pases pues, un, un poco el listado de los libros que has mencionado.、Uh -huh. Yo sí que me he quedado con el documental, ¿no? De Cowboys de Silicon Valley. Sí. Pero el libro este de Dell, de las memorias, el de Bill Gates y, y otro que has comentado, pues, si me lo puedes pasar, lo meteré en las, en las notas del programa. Vale, perfecto. Y bueno, Javi, ¿dónde te puede encontrar el oyente de este programa? Bueno, eso, ¿sabes lo que pasa? Que, que soy un hombre casado, claro, las groupies.、Uf. Pero bueno, me arriesgaré. b u e o yo creo que. Groupies, groupies. Algú, a lo mejor algún aficionado al retro, pero g r u p i s、eh, aquí. Igual te has equivocado de, de, de nicho. ¿Lo、no、tenéis ¿no? vosotros, g r u p i s No, yo creo que te has equivocado completamente de nicho. <risa> y ahora dirás que tampoco cobras por hacer esto. Hombre, a ver.、Eh, yo siempre no me he ganado la vida como podcaster, ¿no? Pero... <risa> pero realmente no, ¿no? Nosotros de momento, de momento no cobramos un duro. El、nunca、Tesla que tengo en la puerta. No te digas de. de... Dime, dime. No digo que no tienes un Tesla en la puerta apagado con esto. Hombre, a ver, el Tesla me lo pagó, pero, pero vendiendo, sacando copias piratas del Monkey Island. No, no, no se lo digas a Ron Gilbert. ¿eh? <risa> y metiendo droga en los disquetes. <risa> <risa> en el colacao. <risa> bueno, no te enrolles tanto. Javi, ¿dónde puede encontrar el oyente sí, ya, de este barco que, que solo、preguntado. tenemos t <risa> o Ah, sí. Bueno, yo realmente soy redactor de la revista Retromaniac, aunque la revista como tal ahora mismo está un poco parada. O e sea, l último número, el、uh -huh. número 12, tiene dos años, creo recordar. Y, pero sí, sí que también estoy en el podcast de Retromaniac, que、eh. o sea, nos hemos reconvertido en un podcast, y eso sí que tenemos una periodicidad mensual. Madre mía, estoy hoy de edición fatal. <risa> y aparte tenemos. ¿En Evox? ¿En Evox?、E e e、y en Retromaniac. Busca r e t r o m a i a y ya está. Y tenemos también un spin-off de r e t r o m a i a que es el, el Retro PC Master Race. Que bueno, solo tenemos un capítulo, pero tenemos varias ideas y, y eso. Atacaremos con varias cosas también de PC. Lo que pasa es que no nos centraremos solo en MS2. De hecho, casi casi más va a s e r p a r a Windows, pero bueno, que va a ser muy PC. ¿no? Bueno, Javi, nadie es perfecto, no te preocupes. <risa> pues nada, un no, por eso estoy y... aquí, porque si fuera solo de MS2 sería por la competencia, así que. <risa> Claro, claro. Pues nada, un placer y hasta la próxima vez. Venga, muchas gracias a vosotros. Ridmi. t x t Pues nada, nos ha quedado bastante más claro n o cómo, cómo es esto n o de la historia de, de IBM n o y los ordenadores、eh, compatibles, los PC compatibles. Y nos queda la última sección, la sección de los comentarios. Este es redmi.txt. A ver, Antonio, ¿qué comentarios tenemos en este número? Pues、eh, quizás deberíamos cambiar el nombre de la, de la sección, o, no de la sección, pero sí de la cabecera, no comentarios, Javi, comentario en singular, ¿vale? ¿Qué ha pasado este mes? ¿Que no nos han hecho nada más que un comentario? Pues, pues que estamos en verano. <risa> Porque estamos en verano. O que no, demo, que no generamos interés. Que también puede ser y no pasa nada, Javi. Es normal. Tú y yo somos los primeros que consideramos sorprendente que un sistema operativo con esta hartada de años a sus espaldas todavía genere algún interés, ¿no? <risa> bueno. bueno, a ver. Yo, sinceramente, lo que creo es que la gente.、Eh... Tiene vergüenza, ¿no? Seguramente si estás escuchando esto tienes un poquito de vergüenza, ¿no? De, de, de escribir, no la tengas, o sea, la verdad. Entonces,、eh, si tienes vergüencita, adelante, ¿no? Puedes comentar en la página ms2.club o en i、e、v o x que también lo leemos, en i、e、v o x c o m ¿no? En, en ms2.club. Venga, pues vamos allá. En esta ocasión es la e r t e s quien nos dice en el, en el programa anterior, volumen 4. Muy bueno el programa, os vais superando. Se nota que hasta lo preparáis. Un comentario a la sección de las puntuaciones de El Infierno y el T-Fighter. Me parece que los que escribían las críticas en Micromanía no eran profesionales. De hecho, recuerdo que viendo las fotos que salían, yo siempre pensaba que no eran mucho mayores que yo. Por cierto, <risa> mira que no conocer el Fórmula 1 Grand Prix de Jeff Cradman. Yo creo que fue el primer simulador de Fórmula 1 de verdad. Con comportamiento muy realista y circuitos calcados de la realidad, con las limitaciones del hardware de la época, claro. Jugar en el nivel más realista significaba hacer un trompo nada más empezar a acelerar en primera. Anda que no pasé yo horas jugando, después de cambiar los nombres de los pilotos por los reales y eso que nunca me ha gustado la Fórmula 1. Pues estoy viendo el vídeo y. pues no lo sé si he jugado a este o no. Yo al Grand Prix sí, pero a este. no estoy seguro. A mí la verdad es que no me, no me suena, pero tampoco es mi género, ¿eh? O sea, no te creas que a mí los juegos de conducción que pretenden ser realistas y tal me, me hayan gustado nunca. A mí me ha gustado un Carmageddon, me han gustado los. Bueno, el que comentábamos antes, ¿no? Los Micro Machines.、Eh, el que comentábamos con los chicos de, de RM30 en el especial de juegos deportivos, el. ¿Cómo se llamaba, hombre? El, el NASCAR. Ese tipo de juegos, pues sí, me resultan divertidos por el componente arcade, por hacer un poquito salvaje, un Mario Kart, por mencionar el, el exponente clásico. Pero desde luego, los juegos de Fórmula 1 que, te, que pretenden ser realistas no, no son lo mío. Le voy a cambiar el, el color, lo voy a poner en blanco y negro, que es como yo jugaba y a ver si lo <risa> recuerdan. ver e e r r si lo c u d a o De todas <risa> maneras, fíjate que nos dice el arte que no le gusta la Fórmula 1. Y joder, si se le ocurra que le ponía hasta los nombres de, de los pilotos de verdad. Si yo tuviera que ponerle el nombre de un piloto de verdad, uno, un único nombre a un, a un jugador en un juego de Fórmula 1, no, no lo sabría. ¿eh? El h e chico este del、eh, cuello ancho, ¿cómo se llama? Hostia,、eh, sí. Es este, español, el chico es asturiano. Sí, este que ahora ha firmado, creo que por Renauli, estaba la gente muy contenta.、No sé. Bueno, pues ese es mi nivel. Sí, sí. No, no, no, sea, sea, sea, sea quien te refieres, si estoy al mismo nivel que tú, viva la mediocridad. Pues, pues por eso digo que que si yo tuviera que ponerle los nombres de los pilotos reales, ni idea, o sea que la r t e es algo más de idea que nosotros tiene, aunque no es difícil. Jejeje. Pues nada, la ERTES、eh, nos. ¿Cómo lo diríamos? Nos fustigamos, entonamos el mea culpa. La verdad es que este tipo de juegos pues, no, no nos acababa de ir, aunque, a ver, realmente le echábamos el diente a todo lo que pillábamos en un disquete. Pero claro, había unos juegos que jugábamos más y otros que jugábamos un poquito menos. Y nosotros, a nivel particular, a estos le, le jugábamos un poquito menos.、Eh, Fernando Alonso era, creo. Ese. <risa> vale. <risa> Ay, vaya nivel. Pues nada, oye, ¿nos querías comentar algo de Neville antes de cerrar el programa? Ah, bueno, sí, pues mira, me ha, que me lo h a recordado, que intenté ponerme en contacto con. Bueno, lo intenté y lo conseguí, seamos, seamos serios.、Eh, intenté ponerme en contacto con él en el, en el foro de Abandon Socios,、eh, precisamente porque, bueno, llevamos cuatro programas,、eh, este es el quinto, ¿no, Javi? Este es el quinto. correcto. Llevamos cuatro programas y prácticamente en todos ha salido, su, ha salido su nombre. Entonces me fui al foro de Abandon Socios, donde en un hilo、pues、él inició esta colección, la colección definitiva de,、M、de MS2, así, así se llama. Y me tuve que registrar porque yo no estaba registrado en,、e、en el foro y de hecho no soy últimamente de moverme por, por foros ninguno. Pero me registré nada más que para poder enviarle un mensaje a ver si conseguía que viniera. Que viniera al programa, pues, a contarnos un poquito cómo, cómo le da por iniciar una colección como esta y, y tal. Me contestó、sí. muy amablemente, pero me dice que tiene pánico escénico. ¿Sí? Nosotros llevamos tanto tiempo en esto del podcasting, Javi, que nos da la impresión de que a todo el mundo. Pues, le puede interesar en un momento dado participar en un, en un podcast, y a pesar de que yo le expliqué que esto no deja de ser una charla sin más、eh, repercusión y sin más alcance, que es una charla entre, entre un grupo de colegas con una afición común, pues amablemente declinó venir. Pero sí me explicó un poquito así por encima de dónde surgió la colección, ¿no?、Eh, y bueno, me contó pues lo que, lo que ya sabemos de todo este tipo de proyectos, Javi. Inició la colección como algo personal. En plan, pique, en plan, a ver cuántos juegos de MS2 soy capaz de dejar configurados y funcionando en, en DBGL, en 2 b o x Game Launcher, este, el lanzador que utilizan ellos.、Eh, cuando ya tenía un número considerable de juegos, pues lo presentó en el foro. Y como suele pasar, un montón de gente se ofreció a ayudar, y a colaborar y a añadir. Y bueno, la cosa ha ido creciendo, añadiéndose gente cada vez más, cada vez más. Le comenté la colección. La colección de EXO 2, la de EXO, y me dice que efectivamente que conoce la colección, que de hecho está en contacto con EXO y se ayudan en, mutuamente, tanto pasándose configuraciones de juego, como títulos, escaneos. Mola, mola ver que dos, dos colecciones que tienen una,、pues、una filosofía tan similar, en vez de tirarse los trastos a la cabeza, como hemos visto tantas veces en este mundillo, pues lejos de eso se colaboran entre ellos ¿no? y, se, y se ayudan. Digamos que la colección de Neville está orientada al software en castellano y la de EXO, pues es todavía más generalista, ¿no? Pretende tener un alcance mucho, mucho mayor. Que en varias ocasiones ha estado a punto de abandonar la, la colección. Sab, sabemos lo que se siente, ¿no, Javi? Cuando un proyecto Nada, muchas, veces, muchas veces te supera y te está quitando demasiado tiempo, siempre te plantea, dice, bueno, realmente merece la pena. O sea, la cantidad de horas que yo le dedico a esto, pon aquí el, la afición que tú quieras, entre, entre comillas, ponle el nombre que te dé la gana. Eh, a la variable, ya sean videojuegos,、eh, una colección de MS2, sea podcasting, sea escribir para una página web, sea lo que sea. Es verdad que llega un momento en que cualquier afición siempre te plantea, ¿merece la pena? Y bueno, él también ha pasado por esa época, pero dice que el apoyo de la comunidad que tiene pues ha sido crítico para que sigan con la colección para adelante y de hecho está más viva que nunca. Siguen añadiendo títulos, siguen mejorando las configuraciones, siguen al tanto de. Eh, los nuevos, las nuevas mejoras que va, van habiendo en las herramientas de emulación, las nuevas versiones de, de DOSBOX, las nuevas, los nuevos emuladores que puedan salir al mercado. Y bueno, me hubiera gustado que estuviera aquí, tener una charla con él, pero bueno, no es, no es su rollo, cosa que respetamos completamente. Eso sí, desde aquí le agradecemos el trabajazo enorme que tanto él como todos sus colaboradores están haciendo. Están haciendo y que nos permite a nosotros, oye, que si nos dicen que queremos jugar al Tyrion 2000,、eh, tengamos siempre una respuesta tan sencilla como tira de esta colección, tira de esta otra, ¿no? Y simplemente doble clic y a jugar. Que detrás de ese doble clic y a jugar hay mucho curro, muchísimo, muchas horas que gente anónimamente, en muchísimas ocasiones y desinteresadamente casi siempre le dedican, pues para que para el resto de los mortales jugar al, a ese juego que recordamos de cuando teníamos 14, 15 años. Sea tan sencillo como hacer doble clic. n o Así que muchísimas gracias a Neville y bueno, que sepa que las puertas las tiene abiertas. Si en algún momento se le, se le pasa el miedo escénico y le apetece venir a charlar con nosotros, a su casa viene. No, hombre, está claro que、eh, es lo que comentas tú, o sea, la ERTES nos ha dado un poquito de gasolina para seguir a nosotros y seguro que tú con el comentario que le has hecho, ¿no? esa opción de venir aquí a explicar su proyecto a, a Neville, aunque él haya dicho que no, porque. No sé, a lo mejor se piensa que esto es un poco como la radio, ¿no? Y le haya entrado el miedo escénico o tenga vergüenza de hablar en público. Oye, que no, que cada uno, pues, oye, es como es.、Eh, seguro que le has dado también un poquito de gasolina, pues, para seguir con este proyecto, ver el interés de los demás. Y otra cosa que te quería comentar es que me encanta esta gente que tiene una afición, ¿no? En este caso, Neville, que tiene una afición tan fuerte que se dedica a hacer una cosa por su afición. En este caso es crear, pues, un, un sistema, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener esos juegos recopilados y jugar. Esto me recuerda cuando hablamos con Paul Iba, no sé si te acordarás de este chico que hizo el f i g h t c a d e Ah, sí, claro, bueno, se, sí, sí. Se, Que se pronunciará Fatecade, ¿no? El, en inglés. Que básicamente el tío era muy, muy, muy aficionado a jugar al Super Street Fighter. Y como no podía jugar con, con mucha gente, ¿no? Alrededor, pues lo típico que pasa, ¿no? Que no tienes tiempo pues, para desplazarte y tal. Pues inventó un emulador online que se llama Fatecade, en el cual no solo puedes jugar al Super Street Fighter, sino un montón de juegos. Con un montón de gente de todo el mundo. Y eso es la afición ¿no? que, te, que te mueve a, a crear cosas. Es maravilloso. Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Es, es, la afición te mueve a hacerlo y las ganas de no sé, de, de ayudar desinteresadamente. Si es que、eh, conviene centrarse en ese tipo de cosas, Javi, que muchas veces parece, cuando miramos alrededor, sobre todo en redes sociales, que todo el mundo se mueve por el interés, todo el mundo se mueve por puro egoísmo,、eh, que vivimos en un mundo repugnante y no es así. La verdad es que la gran mayoría de la gente que se mueve incluso por redes sociales es gente agradable, d i s p u e s t o a echar una mano si se le pide y si tienen el tiempo y si tienen la disposición para ello. Y, y bueno, vamos a quedarnos siempre con lo bueno de las aficiones, que al fin y al cabo es lo que nos vamos a llevar. Pues nada,、eh, hablando de redes sociales, tenemos redes sociales, ¿no? tenemos、eh, una página web, ms2.club, tenemos un mail, hola, ms2.club. Tenemos un Twitter de este podcast que es MS2Club. Joder, todo, todo es muy MS2Club, b ¿eh? <risa> Antonio, tú tienes un Twitter. Efectivamente, arroba logarán. Ahora ya sabéis por qué. Yo tengo otro Twitter que es arroba c a l z a g a z u n o Y、eh, tenemos 1100 seguidores ya en Twitter、eh, a día de hoy, que es 17, no, 15, 15 de, de julio. Estamos grabando esto un poquito antes de, de agosto. Eh, la verdad es que muchas, muchas gracias por seguirnos. ¿no? Esta, esta locura de, de hablar de juegos de MS2 o del sistema de MS2. Incluso el otro día le comentó un chico que se llama Radastan, ¿vale? que es bastante conocido en la escena porque hace juegos de, de Spectrum y tal. Y, y comentó un juego de MS2 que, que yo me. Me equivoqué, pensé que era el Bomb Jack, y yo digo, hostia, la versión de Bomb Jack de MS2 que no me gustó nada, esa la tuve original, pero voy a decir que sí, que, que vale, que guay. Estaba hablando del Bomberman, del Dina Blaster.、Y、digo, hostia, no, ese sí, ese sí que es bueno. Lo siento, Radastan, me equivoqué de versión de lo que tú estabas diciendo, o sea, que todos los comentarios que nos vayáis diciendo,、eh, los, los vamos a intentar contestar desde aquí e l otro lado. Y nada, que disfrutéis mucho de, de este agosto, ¿no? que hagáis lo, lo que podáis, lo que os haga ser felices dentro de nuestras posibilidades, sin digamos, coartar las libertades de los vecinos, y que mientras estéis jugando a MS2 no tenéis que llevar seguramente máscara puesta, con lo cual、eh, eso siempre es un plus. Y nada, Antonio, yo creo que hasta aquí, ¿no? Nada, g r agradecerle c i a a s a todo el mundo las valoraciones positivas en iTunes, esas cinco estrellas que nos cuesta trabajo, darle like en iBox o que tampoco os cuesta trabajo, no seáis mamones. Los comentarios que ya sabéis que no solo nos alegran, nos animan a seguir, sino que también、eh, nos posicionan y nos suben un poquito el ánimo. Y nada, aquí nos vemos en el año que viene. Hasta la vista. Son los originales, son lo último, son los PC Games de Planet Agostini. Las últimas novedades en juegos PC con todos sus trucos y a precios bajísimos. Los f a s c í c u l o s 1 y 2, y los juegos Lamborghini y el gran estreno: Heidel m 2 por solo 1995 pesetas.